la rosa de los vientos con Bruno Cardeñosa. Aquí comenzamos. Los tiempos de la nueva normalidad llevan a esto a que sea normal a veces que ampliemos el horario. Hoy estamos desde las 12 hasta las 4 de madurada y mañana hasta las 5, pero hoy es hoy y hoy estamos entre las 12 y las 4. Predecir el futuro es extraño. El pasado todavía más. Todos podemos entrar en en esa zona de riesgo pero hay una cosa más difícil que el pasado adivinar el futuro no solamente suele llevar a error sino que muchas veces ese anuncio del futuro lo que hace es en dibujar lo que somos en el tiempo presente y a lo que tenemos miedo en el futuro los filósofos se llaman a esto profecía del miedo Estamos en un tiempo en el cual el miedo es justificado, hemos tenido un pasado duro, muy duro, no vamos a explicarlo, todos lo sabemos, hay que transmitir eso sí, precaución al de al lado. Si transmitimos una amenaza podemos convertir su actitud en miedo y el miedo es la bandeja por la que entra la mentira y el bulo. Vamos a ser realistas y si somos realistas vemos que los contagios suben, suben más de lo recomendable, pero no más de lo esperado, que era esto, pero hay que luchar contra esa subida. Si somos realistas, eso sí, vemos que han fallecido en los mismos días de hace tres meses un total de... 3.872 personas, y que según esas mismas fuentes, en los últimos 7 días, han fallecido 10 personas. Antes, hace 3 meses, repetimos 3.872 personas. Ahora... 10. Evidentemente no hay que relajarse, y no hay que relajarse nunca, en absoluto. Medidas de precaución todas, todas son pocas, eh, pero saber que tú, lo que has hecho bien, eh, para que el futuro sea ahora así lo has eh, conseguido. Y una cosa importante, esto es un virus, y luchamos contra un virus, no contra las personas eh, que lo pueden hacer mal, fatal en algunos casos, eh, pero no perdamos eh, de vista quién es el enemigo, el virus. En Onda Cero, la Rosa de los Vientos. Recordamos eh, programación especial, horario diferente, hoy entre las 12 y las 4 de la madrugada, entre las 12 y las 4 de la madrugada y mañana estaremos hasta las 5. En la sintonía de Onda Cero Radio consigue a Casasola en la codirección al frente de la parte técnica David Rodríguez Marcos y el gran JS en producción y en redacción Javier Sevillano Hoy os vamos a hablar de cómo hay muchas cosas tremendas en la historia de los monarcas en España. Los tiempos han cambiado, pero hay cosas, insistimos, tremendas y espectaculares. Cosas un poquito llamativas, ¿eh? desde luego, que vamos a comentar esta noche en la historia de los reyes en España. Historia pura y dura, pero remontándonos al pasado encontramos momentos muy, muy llamativos. Y en materia reservados hablamos del espionaje telefónico, pinchar teléfonos para conocer los pasos del otro, pero los tiempos han cambiado. Y vamos a hablar de ese asunto, por supuesto, con Fernando Reda y vamos a tener también de invitado a Fernando Marcos, que va a estar con nosotros. Es un hombre que localizó, es el hombre, Francisco Marco es el hombre que localizó a Paisa, el detective más preparado y más importante de ese país. Vamos a conocer el tema de las muertes y rituales en el círculo secreto. Nos va a hablar sobre este asunto Juanjo Sánchez Oro. Muertes y rituales. Imado Martínez en Ureca, que nos va a hablar de la existencia de la teoría sobre la posibilidad de que exista un contacto inminente. Ay. Encuentros cercanos vamos a conocer a un investigador chileno espectacular, interesantísimo, ha hecho trabajos muy, muy llamativos, Christian rifo esta noche en La Rosa los Vientos. Y en el mundo bizarro el destino está en el centro de la Tierra, bajo la Tierra. Ese mundo bizarro es de miles y miles de kilómetros, pero bajo la superficie. Matrix, Matrix, un programa informático Vamos a contar algo sobre él, sobre Matrix En el en la cara B, en la Rosa los Vientos Por supuesto, con una etiqueta Almohadilla, Rosa, Vientos, Almohadilla, Rosa, Vientos Y como no, con concurso Personaje oculto de esta noche, primeras eh, pistas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 ¿Qué dicen esto? ¿Qué nos dicen esto? Silvia Casasola, muy buenas. Pues que nos dice, buenas noches, Bruno, buenas noches, queridos oyentes, que la verdad es que tenemos muchísimos artistas en este mundo, muchos contemporáneos y muchos de la época del Renacimiento, porque nuestro concurso va de eso, de pintores, sobre todo, pintores del Renacimiento, pintores multidisciplinares, porque en aquella época es que hacían absolutamente de todo. Pero es que además tuvieron la suerte de triunfar y fueron... Adorados y admirados por sus coetáneos pero atentos queridos oyentes que muchos de vosotros ya estáis de vacaciones y nos gustaría que participarais ¿cuál de ellos es si tuvo muchos discípulos que aprendieron de su técnica y de su estilo las opciones que os damos son Tiziano, Leonardo y Rafaelo ...tres nombres que nos suenan... ...absolutamente a todos... ...si no hagáis la bromita de las Tortugas Ninja... ...porque Tiziano no tiene nada de Tortuga Ninja... ...ya sabéis que es... ...Tiziano, Leonardo y Rafaelo... ...en rosa.vientos... 0es ...eso si escribís en nuestro correo... ...o si lo hacéis en Twitter con almohadilla Rosa Vientos... ...pues nos decís cuál, cuál es vuestra opción... ...por quién apostáis... ...y entre todos los que acertéis... ...uno de vosotros recibirá un regalito del programa... ...y así lo tendrá para siempre de recuerdo... Muchísima suerte y participar, que esta noche es larga y prolongada y con muchos contenidos. Una noche larga que comienza ya, que ha comenzado ya, hace casi 11 minutos. La Rosa de los Vientos hoy entre las 12 y las 4 de la madrugada, hora de empezar a volar. En Onda Cero, La Rosa de los Vientos. La historia de España, como la de todos los países, es una historia que tiene luces y sombras. Y tenemos que conocerlas todas. La historia nos las muestra y nuestro invitado nos las contará esta noche. Un libro que se titula Los Borbones y sus locuras. El libro se encuentra en la esfera de los libros. El es César Cervera Moreno. Muy buenas, ¿qué tal? Muy buenas noches. Buenas tal? noches. Oye, César, eh, vamos a dibujar un poquito el contexto histórico para situarnos, ¿no? Porque España tiene los Austrias y los Borbones, bueno, tiene también eh, otra dinastía, pero fue muy poco importante. Eh, ¿Cómo llegan los Borbones al poder? Eh, ¿Cómo sustituyen a los Austrias? Que digamos eh, que son Felipe II, los eh, monarcas, eh, digamos, eh, del imperio, y luego llegaron los Borbones... Sí, hay que tener en cuenta, yo, yo en el libro hablo de, de que es un elefante que entra en una cacharrería, ¿no? La, la dinastía entra entra con total estrépito, porque hasta entonces había sido el enemigo histórico de España, ¿no? La, la Francia de Luis, Luis, Luis XIV es la, es la enemiga de los Habsburgo, y entonces realmente el choque cultural es tremendo. Claro, es que es importante señalar eso, que el origen de los Borbones cuando llegan a España, pero el origen de los Borbones está en Francia, está en un país teóricamente enemigo de España. Sí, sí, totalmente. Y además, eh, en el caso de Felipe V, él viene, viene a España sin, sin conocer el idioma, sin conocer las costumbres del país. Eh, una de sus primeras decisiones es eh, expulsar a lo, a lo que llamaban los austrias las abandijas de palacio, ¿no? Los bufones, enanos y... ...y demás eh, personajes, ¿no?, que rodeaban a la corte de los austrias y que a Felipe V no le gustan y los expulsa... ...y, y, una, y otra de sus primeras decisiones es sustituir a los cocineros españoles y, y, que, y pedirles que empiecen con hacer comida francesa. ¿Cómo fue esa llegada? ¿Por qué? ¿Qué la provocó? ¿Qué situación había para que dejaran de existir eh, como reyes eh, los austrias en España y llegaran los borbones? Eh, a ver, básicamente todo tiene que ver con, con Carlos II, ¿no? que muere sin descendencia y, a, y y además muere cada vez más distanciado de la corte de Viena, ¿no? de sus familiares de Viena. Y entonces hay un momento en el cual los Borbones, los Habsburgo y el resto de dinastías europeas eh, se ponen de acuerdo por, para designar al heredero de Baviera y el heredero de Baviera en el último momento, en los últimos años... Eh, ...bueno, va, va a fallecer en extrañas circunstancias... ...mucha gente piensa que envenenado... ...envenenado por, por este Luis XIV, Luis ¿no?... ...estos agentes de, de su red de, de información... ...y entonces eh, rápidamente eh, salta completamente el desastre... ...de, de que prácticamente, prácticamente hasta el último momento nadie sabe quién va a heredar el Reino, el reino Español, quién va a heredar el, el Imperio Español. Es decir, cuando, cuando el embajador nombra, una vez que ha muerto, Carlos II, anuncia quién va a ser el, el sucesor de Carlos II, mucha gente todavía, muchos de los diplomáticos que estaban ahí presentes, se enteraron en ese momento del contenido del testamento. Para que nos entendamos, eh, Carlos II, que es Austria, es esa persona que hemos eh, visto en cuadros, en películas, es ese que no, no era muy guapo, que digamos, ¿no? No, es el, el Carlos Carlos II, el hechizado, que llamamos claro. tradicionalmente, que es cierto que en los últimos años se está intentando revisar su figura porque es cierto que el, el legado que le dejan los es, por lo menos a nivel económico, a nivel demográfico, es bastante mejor de lo que tradicionalmente se suele considerar. Por ejemplo, eh, sabemos que la moneda estaba por fin estable, ¿no? es, es conocido el reinado de los austrias por, por el desastre económico, el desastre financiero que dejan, ¿no? con, con constantes suspensiones de pagos, y sin embargo Carlos II dejó una situación económica bastante estable. Pero que él además estaba prácticamente, que decían que iba a durar poquísimo, porque tenía unas enfermedades bastante, bueno, no, no sabían muy bien qué era lo que tenía, ¿no? Se supone que es por la genética. Sí, es básicamente lo, lo que mató a los austrias, es esta, por lo menos a la, a la rama española, mat, la ha matado el, el hecho de, de la endogamia, ¿no? Que era, que era un instrumento político muy valioso para la familia, para mantener unidas las ramas, de Viena y de Madrid, pero que a nivel genético, pues bueno, destrozó totalmente totalmente esta rama. Hay que tener en cuenta que Carlos II estuvo muriéndose prácticamente toda su vida, y al final tuvo una vida eh, razonablemente larga, ¿no? Creo que creo que eran 39 años lo que vivió, y al final, bueno, hay que tener en cuenta que, bueno, 39 años pensando que todo el mundo, pensando que se estaba a punto de morir, pero claro. no, no moría, y todos los espías... Todos los agentes en Madrid concentrados esperando a ver que igual va a ser el siguiente paso en cuanto muera el rey. Pero el rey no se muere ni para atrás. En tu libro, Los Borbones y sus locuras, eh, César Cervera, eh, comentas eh, muchas cosas sobre cada uno de los reyes. Eh, pero es importante señalar que los eh, problemas eh, de los reyes, esa endogamia familiar eh, que hiciste, eh, primos con primos, todo eso es anterior a ellos, ¿no?, anterior a los borbones. Sí, sí, sí, no, en el caso, es, sobre todo, se, yo creo que los que han quedado como los grandes exponentes de esta política endocámica han sido los austrias, ¿no?, porque, porque se inició una serie de matrimonios para unirlos, sobre todo a la obsesión que había, que tenía Carlos V, ¿no? de, de mantener la rama vienesa con la rama española y también el intento de anexionar Portugal a través de matrimonios eh, ventajosos, ¿no?, matrimonios entre primos, Eh, bueno, pues son, han sido los que son los grandes exponentes de, de, de, de la endogamia, pero bueno, también los trastamara los reyes católicos eran, eran primos hermanos entre sí, y los Borbones, a pesar del ejemplo que habían tenido con, con el final abrupto que había tenido la dinastía de los ostres en España, en españa eh, bueno, pues ellos no parece que aprendan mucho la lección porque a partir de Carlos I ya, ya empiezan a hacer exactamente lo mismo. A ver, es un instrumento que es muy valioso ¿no? para Era. ellos. Sí, sí, porque lo que hacen es conservar directamente todo el patrimonio, ampliar territorios y que quede prácticamente todo en familia, ¿no, César? Sí, a ver, yo empiezo el libro hablando sobre todo de, de, que es, de que mi libro no es un libro sobre la historia de España, es un, es un libro sobre la historia de los Borbones, ¿no? sobre un, es una crónica familiar a lo largo de tres siglos sobre una familia que sí, que tiene en muchos momentos intereses conjuntos con, con España, pero en otros casos no, en otros casos es una familia que... ...igual que reina en España... ...reina en Francia y reina en Italia y su principal interés es seguir reinando en nuestros tres reinos o en todavía más reinos, ¿no? No, no es tanto la prosperidad del Estado, ¿no? Solamente les interesa la prosperidad del Estado si les afecta a ellos, ¿no? Si les interesa a ellos. La, la sangre siempre es más fuerte que, que cualquier otra cosa. Y además estamos hablando de una época en la que los reyes eh, tenían un poder ejecutivo. Ahora son un poco eh, diferentes, son jefes de, de Estado, pero digamos que no tienen eh, poder y mando sobre las cosas que se están haciendo. Pero entonces eh, todo lo que pasaba en un país, en España en En concreto en este caso, dependía de los reyes y de las decisiones que tomaban ellos. Sí, en el caso de, de Felipe V encima es que no depende de, de él, sino que depende encima del rey de Francia. Y entonces hay un momento en el cual llega Felipe V, que es un chico muy tímido, que es un chico muy retraído, y, y no es capaz de tomar ninguna decisión sin que antes la apruebe el abuelo. Hasta que llega la correspondencia de, de Francia no hay manera de, de tomar una decisión aquí. Entonces, realmente, bueno, es un, es un gobierno completamente nulo el de Felipe V, el, el que manda verdaderamente es Versalles. ¿Y por qué dices tu locura contagiosa, Felipe V? Eh, a ver, yo yo en el libro trato diferentes tipos de locuras. Hay una serie de locos que directamente son eh, locos clínicos, como en el caso de Felipe V, que es, que es un hombre que, que hoy en día se le hubiera diagnosticado eh, síndrome bipolar, que es un hombre que pasaba rápidamente del llanto a la alegría, y, y, y pero, vamos, podía ser cuestión de un segundo... ...y entraba en unas eh, larguísimas etapas... ...de depresión absoluta... que ...de las cuales no había manera de sacarle... ...luego hay otros reyes también de la, dentro de la dinastía... ...que sí, que tenían enfermedades mentales... ...que son clínicas, o sea que son diagnosticables... ...y luego más adelante va a haber reyes... ...como Isabel II, como Alfonso XIII que lo que tienen es un tipo de locura que llamaban los liberales, ¿no? las locuras de palacio, que es el afán que tiene la dinastía por autodestruirse a sí mismo. Bueno, y además eh, con Felipe V, él intenta no, que, que pues eh, la herencia de la familia, que su hijo eh, siga manteniendo ese reino, pero el primogénito, aunque más o menos se ladica para que su hijo reine, no le sale nada bien. Claro, él, él, él, hay un momento en el cual, y yo quiero destacarlo mucho, yo creo que él es un hombre que es lo bastante consciente como para saber que, que él ya no está para reinar, que él está con una, una enfermedad que va a cabeza más, una enfermedad que hoy en día requeriría medicamento, ¿no? requeriría me, medicación, y sin embargo él pues se va agravando a esta enfermedad y él es tan responsable como para decir, mira, yo no puedo seguir reinando, yo necesito hacerme un retiro espiritual, que dice él, ¿no? un retiro cristiano, como había hecho Carlos V en su momento, ¿no? que se había ido a Juste y él decidirse a la granja, que es, monta una especie de palacio versallesco en, en Segovia, y dice, no quiero saber nada más del mundo, y de, y, y de entonces bueno, renuncia al trono en favor de su hijo, eh, Luis I, que va a ser Luis I al breve. Realmente la, la desgracia es que Luis I muere muy pronto, y además muere después de un reinado eh, muy complicado, porque básicamente está demasiado preocupado, primero, por cómo le están puenteando desde, desde, desde la granja, porque Felipe V renuncia al poder, pero Isabel de Farnesio no renuncia al poder uh -huh. y a la vez tiene que lidiar con una mujer, una mujer que es de la, de la casa de Orleans, que es una completa completa lunática, total, es una extravagante, es un personaje que no para de, de intentar llamar la atención de todos los, todos los criados de alrededor y que, que, que se pasa el día medio borracha o y se paseaba sea, desnuda no. o algo así, ¿no? ¿O tenía también sí, su, sí, su sí. puntito por su la puntito... corte. sí, a ver aquí en España lo que se dijo bueno es que viene, viene de Versalles, es que en Versalles es, es, esto debe ser lo habitual, que, son franceses ¿no? que decía que la corte española era muy aburrida y que no lo soportaba que era todo como muy religioso Sí, yo creo que ha trascendido un poco esa imagen, pero yo creo que ella es un verso suelto hasta en Versalles. Porque de hecho, es, hay un momento que se, que se despide su abuela de, de ella, su tía abuela se despide de, de esta chica y la dice, mira, la verdad es que no, me, no te voy a echar de menos lo más mínimo. Se lo dice así, sin, sin medias tintas. En estos días estamos eh, conociendo cosas eh, del Último Rey, pero es que nos hemos olvidado del pasado, por ejemplo, de Alfonso XIII, que también es un borbón, eh, nos situamos entre posas eh, mucho más recientes, pero es que él fue mucho más eh, libertino y crápula, podemos eh, decir, eh, porque fue, además, Alfonso XIII... ¿El borbón? ¿El rey español? ¿El primer productor porno que existió en nuestro país? Sí, yo, en yo, creo que, yo Yo creo que eh, Alfonso XIII es realmente el personaje que rompe todos los moldes, o sea, de, dentro de la monarquía, dentro de, de esta dinastía. Básicamente es un personaje que se cría en una, una burbuja de cristal, en una, una urna de cristal, entonces no, no es consciente del peligro sobre el que se está moviendo la monarquía, hay que tener en cuenta que de lo, todos sus antecesores, eh, creo que son de los últimos seis reyes anteriores a al, Alfonso XIII, eh, todos ellos habían aticado en algún momento de su de su reinado, bueno, salvo Alfonso Alfonso XII, pero bueno, el resto había aticado al, a lo largo de su reinado, y todos ellos habían vivido en el exilio, incluido Alfonso XII. Entonces, lo curioso es que él hace lo que le da la real gana, y no Eso sabe lo, que sí, sí, sí, lo, sí. lo peligroso que estaba, que eran sus, todos sus pasos, ¿no? Se estaba moviendo sobre un alambre, y entre sus extravagancias, pues bueno, estaba la de producir películas pornográficas, Eh, él las consume en una primera instancia en Palacio Real, él habilita una sala de, de cine donde, bueno, se ven también películas comerciales, películas normales pero luego hay una especie de sesión golfa, ¿no? Cuando ya se retiran las mujeres y los niños y dicen, bueno, y ahora pone el rey sus películas. Al principio pone películas, exporta, eh, importa películas de, de pornográficas de, de otros países, pero hay un momento en el que dice, bueno, si puedo, puedo yo también filmar las mías propias, ¿no? Y entonces le pide al conde de Romanones, le pide que que contacte con unos hermanos que son pioneros de cine en España, y que rueden una serie de películas para, para el rey, de las cuales, bueno, se sabe que hubo una, más de una veintena de películas, pero se conservan tres, que todas tienen mucho que ver con el mundo erótico que podría <risa> interesar al rey, ¿no? Hay una que es el confesor, que es Bueno, el, el propio argumento se resume con el título, hay sí, otra que sí. es el el ministro, el el ministro. Entonces, bueno, todo es un poco el, el círculo este que rodeaba al rey. Yo, fíjate, eh, tuve que buscar eh, para unos reportajes una fotografía de él, porque ya hay muy buenas fotografías de Alfonso XIII, y te das cuenta solo por las fotos de que era un personaje, bueno, total, y hizo lo que le dio la gana, pero lo hizo durante mucho tiempo, no se escondía de nada ni de nadie. Sí, yo creo que tiene mucho que ver con al final su su padre y bueno, y su abuela, pues habían conocido el frío del exilio y él en cambio nace en palacio, vive, recibe una educación muy asburgo, lo cual es bastante irónico, ¿no? Que el último rey antes de la guerra civil fuera fuera criado como un asburgo, es una una venganza poética, ¿no? de la dinastía asburgo y y realmente es un hombre que que yo creo que, que no es absolutamente consciente de de nada, ¿no? Él él al final Un hombre que se creía eh, colocado por Dios, porque todavía, fíjate, un rey del siglo veinte todavía se pensaba colocado por el designio divino. Él no usaba estas palabras, él decía por el, man, el mandato de la historia, pero bueno, era un eufemismo para, para decir que era Dios. Eh, bueno, pues un hombre... ...que se creyera tan poderoso, un hombre que, que se creía por encima del resto de partidos políticos... ...por encima del ejército, pues al final le, le vence en unas simples elecciones municipales... ...al final se retira en la mayor de las humillaciones, que es con unas municipales... ...en las cuales él no piensa ni que se esté jugando el trono... Vemos la sorpresa que se lleva ese día cuando empiezan las plazas a, a llenarse de republicanos y de banderas... Bueno, pues es la mayor sorpresa que se ha llevado en su vida, por supuesto. A mí me gustaría detenerme en, en la abuela, porque eh, yo no sé si en la investigación o la documentación que tú has estado manejando, hasta qué punto ella está preparada para ser reina, porque le llega siendo muy jovencita y, y bueno, pues eh, todo muy, en principio muy manipulable, ¿no? Te tienes que casar así, te tienes que casar con esta persona, pero luego ella también tiene su propia rebeldía, es así. Sí, Isabel Segunda, la verdad es que es una, es una chica que ella ella en su momento... Yo, yo, en el, yo la intento resumir en el libro como, como la, la eterna niña, ¿no? porque, porque realmente es una, es una niña grande. Al final es una chica que, que no recibe la suficiente formación política para enfrentarse a los retos de, de la era liberal, que realmente no tenían ningún rey de Europa ni idea de que, cuáles eran los retos no de un rey constitucional, pero en su caso es que nadie le está ayudando. Ella, ella al final de su reinado le, le confiesa a Galdós, ya cuando está en el exilio de París, Va, va para allá el escritor, ¿no?, Galdós, y le, le dice a Galdós, eh, mira, sinceramente, yo yo me sentí como en un laberinto, yo iba por palacios oscuras y cada vez que alguien encendía una luz, alguien me la, me la apagaba a mi, a mi espalda. Y es esa sensación de que no le ayuda absolutamente nadie, encima se toma una decisión de casarla con, con, con un primo suyo, que en todo momento se sabía que era muy mala decisión la de casarle con él, y había dudas en ese momento sobre, sobre su capacidad de tener hijos con, con Francisco de Asís, y realmente eso ya es el detonante de, de la sensación que ella tiene de abandono absoluto. Tengo aquí en, en Palacio al enemigo, tengo, tengo al, a, a, a mi marido, es el verdadero enemigo, todo el rato carteándose con, con, con líderes carlistas, todo el rato conspirando contra ella. Ella, Él es el principal instigador de, de, de las revueltas que hay en Palacio contra contra la pobre pobre Isabel II. Isabel II, que fue, recordemos, la única mujer que llegó al cargo, de, al puesto de, de rey, de principal eh, mandatario español de todos los Borbones, en base en 10 en Borbones, solamente ella eh, logró ese puesto, ¿no? Y es una de las mejores de la historia, ¿no? Es sobre todo una, una chica que al final... Es una era, totalmente. Es una sufridora, sí, sí. Y realmente yo creo que es una... Define muy bien la dinastía porque porque yo creo que, que vamos a nada más empezar su reinado nadie hubiera apostado porque fuera uno de los de los más largos de, de toda la dinastía. Sin embargo, a pesar de la fama que tiene de, de, de líder veleta, ¿no? de, sí. de, la, de, bueno, de, de bueno. turbulencias constantes, sin embargo duró bastante. Y yo creo también hubo un momento en el cual lo, lo que hubo dudas es sobre qué hacer para sustituir a los porbones, ¿No? Ella se benefició un poco de la duda que había. En, en ese momento la idea de, de una república todavía no estaba lo bastante madura y entonces dijeron, bueno, pues vamos a seguir adelante. Bueno, pues a, a base de tanto empeño, al final tuvo parte del reinado eh, bastante positivo. Al final España cambió de arriba abajo durante su reinado. Te voy a poner un compromiso, César. Eh, elige quién querrías. O sea, de rey, eh, si tuviera que tomar una decisión en tu vida, de todos los bombones, de todos los que has estudiado, ¿cuál sería, digamos, el más adecuado, el que tuvo mejor eh, bueno, que ejerció mejor su cargo? Sí, yo, yo creo que sin duda el referente de la dinastía es Carlos III y de claro. hecho Fe, Fe, Felipe VI es la persona a la cual intenta reflejarse ¿no? y de hecho creo que tiene un retrato suyo en su, su despacho, es el ejemplo de la dinastía, pero a ver, tiene trampa en su caso porque él viene, él viene con una experiencia en Nápoles y en Sicilia de veinte años reinando, de veinte años de tropiezos también, pero de saber acertar en su momento y rodeado de buenos ministros, entonces, bueno, yo creo que él, él tiene una ventaja tremenda respecto a, a cualquier otro de la dinastía. Aún así, en España no le recibieron con los brazos abiertos cuando vieron que venía con tanto extranjero, porque a España siempre eso de que eh, los atláteres del, del rey fueran extranjeros pues no gustaba mucho, pero otro, por ejemplo, de los que se supone que, que estábamos como locos porque viniera después de la de la guerra de napoleónica, ¿no? después de que nos invadieran, fue el deseado, el deseado Fernando VII, y ese sí, ese sí que de verdad que se podría haber quedado en el exilio el de, mucho tiempo, ¿no, César? El, dese, el, deazo, el deseado indeseable, sí. porque realmente yo tengo la sensación de que todos los historiadores que se han, se han acercado a su figura, al final le han quitado la capa de propaganda liberal, porque es verdad que la tenía, tenía difamación liberal, tenía difamación Carlista, tenía información de mucha gente pero quitando todas las capas, a pesar de todo lo que aparece es un personaje nefasto a nivel personal, una persona que es cruel es es implacable con los débiles y, y luego se achanta frente a los fuertes, ¿no? que es el caso de Napoleón como agacha la cabeza y lo sorprendente de, de su caso es que aun así Eh, durante todo su reinado tuvo bastante popularidad y fue un personaje que siempre se excusaba en todo todo el mundo en bueno él es buena persona, lo que pasa es que está muy mal aconsejado por la camarilla lo que, él no, lo que no sabía el pueblo es que la camarilla la había elegido él personalmente y estaba encantado con ella ¿no? que era su definición del tipo de persona que era él eh, Fernando VII y su padre Carlos eh, IV tuvieron mucho que ver ellos estaban en un momento importante de la historia de España en el momento de eh, la guerra de la independencia que se luchaba contra los franceses, siendo el origen de los borbones eh, francés. Eh, un poco extraño eh, resultó esa situación. ¿Cuál fue el papel de ellos? Eh, bueno, pues realmente car Carlos IV se encuentra con, con, con la invasión francesa en un momento en el cual su propio reinado está, está tambaleando, ¿no? está Su hijo Fernando VII está conspirando contra él y realmente Napoleón no se puede encontrar un panorama más favorable para su llegada, ¿no? De hecho él, él, él hay un momento en el cual eh, Carlos IV escribe a Napoleón pidiéndole directamente por favor interviene que ayúdame en mis problemas familiares y además le, se lo dice todo en un tono muy familiar no que lo que le es sorprendente no porque Napoleón no era familiar de, de, de ningún borbón y, y menos de los españoles. Y realmente el hecho de que el propio rey español está pidiendo ayuda a Napoleón y que el propio heredero español, ¿no? Fernando VII, también le está pidiendo ayuda a Napoleón, pues bueno, Napoleón dice, bueno, pues no me he visto en otra. Yo, yo entro en el país y os lo arreglo perfectamente, no sí, tengo sí. ningún problema. Me quedo con las coronas. A si adem no las quedéis... Además que, que en España ha pasado muchas veces eso. Cuando hemos pedido ayuda a otros sitios, al final lo que han hecho es, me quedo con el territorio. Sí, na nadie da absolutamente nada gratis. Y además, en el caso de... De Napoleón, pues bueno, el él, él, él hecho se sorprende mucho cuando cuando el propio Fernando VII va hacia Bayona de forma voluntaria, ¿no? A Fernando VII le dicen, sus propios consejeros, no se te ocurrirá ir a Bayona, eso es una emboscada, lo sabes, vete a América, eh, coge un barco ahora mismo y, y, y proclámate ahí emperador de América, intenta algún esfuerzo, algún intento de maniobrar diferente, pero no, no, él va derechito a ver a Napoleón y en Bayona lo que se va a encontrar es que, por supuesto, Napoleón a Fernando VII no, no le aprecia lo más mínimo, le trata, de hecho, la definición que tiene Napoleón sobre Fernando VII es bastante acertada, dice que, que le hablaba y que no, no respondía, que Fernando VII se quedaba callado, no había ningún tipo de respuesta, que es un poco lo que solía hacer Fernando VII cuando cuando quería, quería, quería vengarse de, de alguien o quería luego... Eh, conspirar contra él, ¿no? de primera se quedaba callado y decía nah vale vale, cachaba la cabeza, prefería dejarse que la gente pensara que era muy tonto y luego sabía vengarse a su momento, en su momento señalado, pero algunos te dirían bueno Fernando VII acabó con la adquisición bueno después de restaurarla sí. es una ironía lo que digo sí, y se sí. acabó eh... pero bueno Él, él, él es cierto que, a ver, yo creo que Fernando VII es un hombre que, que realmente traicionó a todo el mundo que se cruzó en su camino, si si Fernando VII hubiera tenido algún interés en la prosperidad de España, pues seguramente la prosperidad de España se hubiera disparado, nos hubiéramos convertido en un imperio mundial, vamos, eh, hubiéramos conquistado los cinco continentes, porque su astucia, su maldad, eh, puesta en el servicio, al servicio de España sería tremenda. El problema es que no estaba al servicio de España, estaba al servicio de Fernando VII. Fernando VII traiciona a sus padres, traiciona a sus esposas, traiciona a sus hermanos, traiciona a los liberales, pero es que también traiciona a los absolutistas, es que él, eh, su única nación es, es sí mismo. Y entonces, eh, él, eh, incluso eh, a la Inquisición, que él hace, hace la bande a, eh, él se convierte en un abanderado de la Inquisición, ¿no? Eh, cuando, cuando restaura, cuando vuelve a España después de la guerra de la independencia, él promete que va a restaurar la Inquisición, y es cierto que lo hace, pero más adelante va a ser él también el que la suprima, ¿no? Y es un poco la definición de, de un personaje que era capaz de decirte el, lo mismo y lo contrario a la vez y que no tiene ningún problema, no, no titubeaba la voz a la hora de mentir. Pues sí, porque además, eh, incluso lo que tú estás comentando, si seguramente en esa época se si hubiese conseguido mantener la Constitución, no la Pepa, pues imagínate, o sea, es que el pueblo español y el reino español yo creo que hubiese avanzado muchísimo. Pero claro, este hombre lo que hizo fue perseguir a todos los liberales, directamente encarcelarlos y matarlos. Sí, por eso es que además es un personaje que es, es especialmente cruel, es un personaje que se interesa mucho por por la persecución de cada uno de sus enemigos y por el destino que ha tenido, o sea, él, él revisa bien los informes de cómo ha muerto cada uno de los ajusticiados, Entonces es, es un personaje que es mala persona, ¿no?, considero yo. Y, y es una un muy mala suerte que, que lo tuviéramos en ese momento de la historia porque habíamos tenido... En el caso de, de la Constitución de, del 12, de 1812, tenemos una de las constituciones más democráticas, más avanzadas de su tiempo. Uh -huh. Hubiéramos dado un salto de gigantes. Nadie nadie sabe muy bien cómo, pero pero en Cádiz se reunieron una, una serie de mentes Con, con las ideas muy claras a nivel político y, y, muy, y, y unas ideas muy avanzadas. Cuando se dice que Fernando VII fue uno de los eh, peores eh, reyes de la historia de España, no se dice algo equivocado, se dice algo que eh, parece cierto cuando se analiza un poquito lo que ha pasado y lo que hemos eh, tenido en el pasado. Fernando VII eh, seguramente, representa seguramente uno de los peores momentos. Sí, y además, yo, yo, lo, lo sorprendente que es que es que en su momento fue un rey que tuvo bastante popularidad. Hasta hasta finales de su reinado la gente no no despertó de este idilio que tenían con el deseado del deseado indeseable. ¿no? Y, y tiene mucho que ver con, con, con la guerra de independencia. La guerra de independencia se hace, el relato gira en torno a que la nación española está luchando por su pobre rey que está sí. violentado, que está torturado en Francia, que está siendo es martirizado cada día cada día en Francia por Napoleón y entonces bueno, todo el mundo quiere que vuelva al príncipe prometido, el príncipe que es Fernando VII, un príncipe que le está está completamente idealizado. Lo curioso de todo es que incluso el mito, el propio mito de sobre su sobre su cautiverio en Francia, pues está está alimentado de, de mentiras completamente. Él, él en Francia, la verdad es que tiene una estancia junto a su hermano y y a un tío suyo. Eh, una estancia bastante tranquila y una estancia donde se dedica básicamente a delatar a los agentes ingleses y españoles que intentan liberarle y donde se dedica a felicitar a, a Napoleón por toda su victoria frente a, a la turba española y donde también se dedica a chantajear a las juntas provinciales, provinciales que están, que están intentando... Están intentando organizar una resistencia contra el francés y bueno, él se dedica a decirles, oye por favor me podéis enviar dinero que yo tengo que comprar mis avalorios y mis objetos decorativos para decorar el palacio. Sí. Con y lo cual él, él utilizó la guerra de independencia contra los franceses, él la utilizó en su propio beneficio, le importaba más a su imagen que eh, la del pueblo y tener al país en, en condiciones. Sí, y además hay que, hay que tener en cuenta que, que la guerra de independencia, por pues si hay un momento en el cual los franceses están prácticamente expulsados de la península, pero Fernando VII sigue en manos de Napoleón y Fernando VII eh, firma con Napoleón un tratado muy ventajoso para Napoleón, sobre todo teniendo en cuenta que ya no tiene presencia Napoleón en España, ¿no? Entonces, bueno, napoleón eh, Fernando VII regresa a España bajo un tratado que evidentemente no va a cumplir, porque es lo bueno que tiene en este caso Fernando VII, que como nunca cumple sus tratados. Es, que es un y sus traidor, prometas, es un traidor tremendo. Es un traidor total. Y entonces, bueno, por lo menos es verdad que firmó un tratado con Napoleón para, para volver a España, muy perjudicial para España, pero lo positivo es que como no lo pensaba cumplir, pues bueno, bravo en ese caso por Fernando VII. Y Alfonso XII, eh, que reinó no, no todo lo que quisiera, ¿qué es lo que aportó eh, a España su, eh, su gobierno? Pues eh, yo creo que Alfonso XII tiene, tiene un momento que es clave en la historia de los Borbones. El, el problema que había tenido Isabel II era su incomprensión para situarse por encima de los partidos. Ella pensaba que cuando se enfrentaban los partidos, cuando se enfrentaban los liberales moderados contra los liberales progresistas, pues que el gran beneficiado era ella, ¿no? porque al final se salía con la suya ahí, sembrando discordia. La realidad es que no, la realidad es que cuanto más enfrentamiento, cuanto más se manchara la monarquía, peor era la monarquía. Al final, siempre pagaba el pato el mismo, que era Isabel II y, y la dinastía Borbón. Alfonso XII comprende muy bien que, que el rey en el, en el siglo XIX ya, ya ha llegado una, una nueva serie de reglas donde tiene el rey que, que organizarse como una especie de árbitro entre partidos. Entonces, es fundamental su decisión de apostar por la alternancia política y de iniciar un periodo que es cierto que no se puede describir exactamente como democrático, ¿no? porque funcionaba el caudillismo, funcionaba, funcionaba intensamente, pero es cierto que Alfonso XII da a España uno de los periodos de, de estabilidad, la restauración eh, monárquica, que es, eh, es uno de los periodos de mayor estabilidad económica, social y, y política que hemos tenido en nuestra historia. Quizás su imagen fue eclisada después con la de Alfonso XIII y con las cosas un tanto llamativas que hacía Alfonso XIII, ¿no? Alfonso XIII al final es, es que el gran contraste que tiene con su padre es el hecho de que no había no había sentido el frío del exilio, ¿no? Alfonso XII. En este caso estado... no puede decirse de tal hijo tras la silla, ¿no? No, no se puede decir porque porque Alfonso XII eh, había estado en Viena, había estado en Londres, había estado en París o conocía muy bien la política, las diferentes culturas políticas que había en o cada tal país. Palo ¿no? tal he dicho yo, de tal hijo, ¿no? <risa> Pero yo creo que se ha entendido perfectamente. Aunque ¿no? en el caso, fíjate, lo que sí que hay una gran continuidad entre padre e hijo es el tema de las mujeres y el tema de la noche madrileña, en esa noche madrileña eh, que no dormía, porque la gente no lo sabe, pero al finales del siglo XIX, en el, en el Madrid que se encuentra Alfonso XII, es un Madrid donde los cafés están abiertos hasta la madrugada, eh, la, hay obras de teatro a la, a la una de la madrugada y sesiones totalmente indecorosas, ¿no? a ciertas horas y, y realmente es un rey que, que que son dos reyes que se encuentran una diversión absoluta en, en este Madrid César Cerber, acabas de publicar, insistimos el libro, los borbones y sus eh, locuras, eh, César, hay que decir que aunque presentemos y contemos algunos de los eh, puntos oscuros en la historia de España tú eres un gran defensor y cuentas ¿eh? muchas cosas, y tienes varias ¿eh? web te has interesado mucho en tu trayectoria por la historia de nuestro país por la historia de antes de entre los borbones y bueno, no voy a decir después ¿eh? pero durante todo ese tiempo, ¿no? Sí, a ver, da la sensación de que yo le estoy llamando locos claro, a claro. todos los personajes de nuestra historia a todos nuestros reyes y lo cierto es que yo lo que digo es que locos estamos absolutamente todos, ¿no? que, que al final es la definición del ser humano ¿no? el, el mono, el mono loco Y entonces yo considero que simplemente el problema de los reyes es que por el tipo de oficio que es, por por el tipo de de, de, de cargo que es hereditario, eh, en muchos casos niños que están obligados a reinar en su contra, en contra de su voluntad, eh ancianos que ya no pueden gobernar, pero tienen que seguir reinando. Eh bueno, pues en verdad en el caso de los reyes se les nota más esta locura, es más evidente y es más Más complicado de ocultar Y luego el, el destino quiso que al final a quien no le tocaba, y, y de hecho, pues por circunstancias se quedó siempre con las ganas, que el posible heredero, en el caso de que volviera a la monarquía después de Alfonso XIII, fuera don Juan de Borbón, cuando por, genet o sea, por, por primogénito, sí, no era primogénito, eh, y bueno, pues al final, mmm, en plan... Eh, pues por enfermedades, por problemas, por cosas, le tocó a él y, y un poco también de carambola a, a, a su hijo. y sí, en, el, en el caso de, de, de la vida familiar de Alfonso XIII es una auténtica tragedia. No, no justifica el hecho de que se fuera a buscar mujeres eh, por, por su entorno, porque de hecho ya los buscaba antes de, antes de, antes de estar casados. Es decir, Alfonso XIII era mujeriego a, a toda costa, pero es cierto que él en su entorno familiar eh, tenía tenía un, una vida familiar muy complicada. Tenía a un hijo sordomudo, tenía a otro hijo que, que sufría de, de, de, de, de la enfermedad hereditaria de los tares, ¿no? Y entonces, bueno, pues Hemofílico. Hemofílico, sí. Y tenía tenía un par de hijos hemofílicos, uno sordomudo, y en el caso de don Juan, pues bueno, sí, era el, era el que mejor salud tenía. Y es cierto que, que bueno, de la vida dispuso que, que todo su todo su matrimonio fuera muy complicado, empezando por por el famoso atentado de... De, de su boda, el, el atentado de Alfonso XIII, de la boda de Alfonso XIII, y bueno, realmente es un es un entorno familiar bastante trágico. Y hemos de decir que eres un periodista de ABC y que tienes una voz que se llama Una pica en Flandes, ¿no? Sí, es, la una, que puse pica, es una pica que, que, bueno, a ver, yo yo la verdad es que me, me gusta bastante bastante... Eh, más el siglo 16, el siglo 17 tiene todavía este aire romántico, no no es tan trágico, te suena todo tan idílico, tan tan ha pasado entre lo medieval y un ahí tiene un toque romántico, ¿no? eh, en el caso de los Borbones ya pues bueno, es cierto que ellos tienen un, una evolución a lo largo de la de los siglos que es más complicada, les toca lidiar con con eventos tan inclasificables como la Revolución Francesa, como la Revolución Liberal, como luego la Primera Guerra Mundial que está haciendo estallar tronos Que parecían todavía más cimentados que los que lo, que en el caso de los Borbones, ¿no? Eh, fíjate, después de la Primera Guerra Mundial saltan por los aires los Habsburgo de, de Austria, saltan por los aires los zares, saltan por los aires los prusianos, los reyes prusianos. Entonces, realmente... Eh, bueno, en el caso de los borbones han sido tres siglos muy, muy complicados y son más complicados que los que tuvieron que lidiar los austrias. Y en el caso de, de las reinas de las Partener, independientemente de, de Isabel II, que ya era eh, reina por derecho, ¿quién sería las de la, la, más, destacab, la más destacable? Eh, ¿Isabel de, de Farnesio, la que sabría gobernar un poquito más o hay alguna ahí un poco que parece que no, pero al final influía mucho? Sí, en el, en el caso de Isabel de Farnesio eh, tiene mucho mérito porque para empezar, eh, a ella el pueblo la, la tenía por una mujer intrigante, por una mujer que estaba dominando a su marido a base de sexo y lo cierto es que ella lo que tenía que lidiar es con un señor que tenía una grave enfermedad mental y que además agredía a toda la gente que estaba en su entorno y tuvo que soportar durante muchísimos años, durante varias décadas, el sufrimiento de, de estar tratando a este hombre que tiene, tenía una dependencia absoluta hacia, hacia ella y lo cierto es que el reinado de Felipe V si sí funcionó porque funcionó, es un reinado muy largo donde es verdad que, que hay una serie de derrotas militares pero también hay una serie de victorias eh, de todo tipo pues una serie de reformas si este reinado funcionó fue precisamente gracias a Isabel de Farnesio tiene, creo que tiene mucho mérito y luego es cierto que la, la siguiente reina que va a tener España o sea la siguiente, otra de la, otra de, la, de los hijos de, de, de Felipe V que va a ser Fernando VI Eh, su esposa, Bárbara de Valganza, eh, forma un conjunto también, un, un, una pareja con su, con su marido que, que tiene mucho que ver con los éxitos de este reinado. Son dos reinas muy, muy, muy denostadas en la historia de España, de hecho yo creo que muy desconocidas pero que son grandes reinas. Sí, que es una cuestión muy complicada, César. Estamos eh, atravesando un momento de crisis de la monarquía, de crisis de los borbones. ¿Crees que esta parte de la historia se está acabando o todavía queda eh, rey eh, para rato, borbones eh, para rato? A ver, eh, yo realmente creo que, que, que los datos hablan por sí mismos. De, de los últimos ocho, ocho reyes que, que hemos tenido en la historia de España, anteriores a, a Felipe VI de ellos, de los ocho, ocho han vivido en el exilio en algún momento de su vida, ¿no? En el caso de Juan Carlos, bueno, pues vivió antes de, de, de venir a España, a la España de Franco, y todos, ocho, ocho de ocho, vivieron en el exilio, y siete de ocho, salvo Alfonso XII, en algún momento de su reinado eh, tuvieron que abdicar eh, de su reinado su vida, ¿no? Y entonces creo que la monarquía se mueve eh, por, un, por un alambre de este hace 200 años, por algo se vincula, El rey actual, Felipe VI, por algo se vincula con Carlos III, porque es Carlos III es el último rey que no vive en el exilio. Entonces, realmente, eh, realmente la dinastía eh, lo, es alucinante la capacidad que tiene de supervivencia. Yo nunca apostaría a encontrar un borbón. César Cervero, Cervera Moreno, César Cervera. Eh, muchas gracias eh, por tu presencia y por tu libro Los Borbones y sus locuras. Gracias, César. Muchas gracias a vosotros. Un abrazo. de los vientos en onda cero materia reservada 2.0 noticia importante importantísima esta semana el conocimiento la denuncia sobre el espionaje telefónico que sufrió el presidente del parlamento catalán pinchados espionaje de conversaciones es un tema que hemos comentado aquí y que por supuesto comentamos esta semana en materia reservada con Fernando Rueda Fernando, muy buenas, ¿qué tal? Hola, muy bien, encantado de estar con vosotros como siempre Qué bien. Eh, ¿Te han pinchado el teléfono tía, alguna vez? Yo no tengo la certeza de que me hayan pinchado el, el teléfono. Que han entrado en el, en el ordenador varias veces, sí, eso sí. Pero lo del teléfono no tengo certeza. Fíjate que negarlo a estas alturas, eh, muchos españoles me parecería que haríamos el ridículo, ¿no? Ahora hablaremos con un invitado, pero parece que el epicentro de toda esta historia tiene que ver con un programa, con eh, algo que utiliza... Eh, El espionaje israelí que compra el espionaje español, Pegasus se llama. Sí, bueno, la, la noticia ha saltado esta semana eh, tras una investigación de The Guardian y El País que decía que el presidente del Parlamento de Cataluña, Roger Torrent, pero también otros como Ernest Maragall y, y, y otros eh, habían eh, sufrido mm, el, la invasión en sus teléfonos de un virus que es eh, Pegasus que es un virus que fabrica eh, una empresa eh, israelí que se llama NSO Group y que eh, supuestamente solamente los vende a, a gobiernos ¿no? y que además no solamente eso, sino que los vende eh, obligándoles de alguna forma a decir que eh, sus cuerpos y fuerzas de seguridad Eh, que son los que al final ejecutan ese ese, eh, ese programa, ¿no? los van a utilizar en la lucha contra el crimen y el terrorismo. Y este detalle es muy importante, porque esto quiere decir que NSO Group eh, tiene la sartén por el mango y que no se puede hacer nada contra ellos, puesto que ellos los han vendido con un objetivo y son los, los fuerzas de seguridad, en definitiva los gobiernos, los que se saltan esa prohibición y lo utilizan para espiar a quienes dé la gana. Y siempre se ha hecho, el espionaje siempre ha utilizado con diferentes formas, antes más manual, ahora más tecnológico, pero el pinchazo, el escuchar las conversaciones entre los teléfonos, antes el pinchazo auténtico por teléfono. Sí, porque este es el, un sistema que sirve para obtener información en redes que es muy difícil descubrir lo que traman y cómo actúan si no eh, sabes eh, lo que hablan entre, entre ellos ¿no? hasta hace prácticamente eh, 20 años las escuchas eh, funcionaban ahora nos parecieran ridículos pero eran las escuchas de toda la vida ¿no? uh -huh. era eh, algo primero siempre y esto es muy importante decirlo para todo para, eh, todas las escuchas, las de antes y las de ahora, las tiene que autorizar un juez, lo que pasa es que En aquel momento, el juez, eh, llegaban mmm, en la policía, la Guardia Civil, el PNI, la chancha, lo que fuera, eh, los mozos de Escuadra, y decían, eh, ahí tenemos estas sospechas y necesitamos una autorización. Entonces, el juez daba una orden y, con esa orden, ellos iban a una compañía telefónica, que lo, eh, la que fuera, que derivaba una línea para que esas fuerzas de seguridad escucharan las conversaciones Del, hecho, del sospechoso ¿cuál era el problema? el problema es que con frecuencia eran de una pésima calidad en la re, en la recepción hasta tal punto que muchas veces lo que tenían que hacer lo, los policías era acercarse al domicilio de la persona que estaban investigando y pinchar ellos directamente la línea del, del teléfono ¿no? esto además tenía otro problema añadido que era muy importante ¿no? y es que ellos sabían quién era la, eh, uno de los que hablaba, era la persona a la que estaban investigando, pero desconocían en la mayor parte de los casos, o en muchos casos, quién, con quién estaban hablando. ¿no? Entonces muchas veces eh, le llamaban persona A o persona B, y, y, y bueno, eh, lo que hacían era grabar esas conversaciones, que las grababan en cintas magnetofónicas, y tenían que enviarle eh, esas cintas magnetofónicas enteras, todas las transcripciones, sin retocar al juez. Y luego le enviaban una transcripción de aquellas partes que ellos consideraban más eh, relevantes. Esto daba eh, siempre, eh, bueno, pues la posibilidad de manipular o la posibilidad de, de yo qué sé, ¿no?, de... de De que el juez dijera, ¿y por qué habí, esta parte no la habéis sacado y esta parte sí? No. Y toda esta historia, ahora profundizamos en ella, pero toda esta historia tiene que ver, se resucita un poquito el tema de eh, la lucha en el mundo del espionaje entre Madrid y Barcelona, porque en este caso es eh, alguien muy importante de Cataluña que ha sido espiado o que dice hacer, haber sido espiado, ¿no? Ya, yeah. eh, el problema que, eh, que tiene esto es que eh, para, para ahora, hay, hay, luego podremos hablar de SITEL, pero ahora actualmente hay un sistema, estos sistemas son virus, ¿no? Entonces son virus que eh, los países compran, los, los servicios de seguridad compran y los instalan eh, allí. Pero son programas tan eh, sofisticados que descubrir quién está detrás eh, es una deducción, pero que en realidad no lo sabes, ¿no? No lo sabes porque son programas que incluso eh, el virus puede ser eh, borrado de, de, del teléfono y entonces descubrir quién está detrás es una tarea casi casi... Eh, imposible. ¿no? Vamos a saludar a nuestro siguiente invitado, él es eh, el responsable de la agencia de detectives método 2 3 es una de las personas que más sabe sobre el mundo del detective, del espionaje, no lo sé, pero en Cataluña. Francisco Marco, muy buenas, ¿qué tal Francisco? Muy buenas noches, Hola, muy buenas, buenas noches, noches. Fernando. Hola a... Paco. Has estado ya en alguna ocasión con nosotros, yo pensé en ti inmediatamente cuando se conoció esta información ¿Es creíble o no? ¿Quién es Pioa Torrent? A ver, ¿quién es Pioa Torrent? Yo no lo sé. que es creíble? que NG o Group, como muy bien ha explicado Fernando, tiene un sistema de malware que que afecta a determinados sistemas eh, telefónicos para captar la información es real desde el año 2017? En el 2017 un activista ya puso una querella en, en Tel Aviv y, y ya el FBI desde que se afectaron al, al teléfono de Jeff Bezos, que es el dueño de Amazon, eh, ya está investigando y creo que hay dos procedimientos judiciales en Estados Unidos se dijo en su momento eh, Francisco eh, te tengo que preguntar sobre eso, pero se dijo en su momento que tú ibas a tener un papel muy importante en el espionaje catalán eh, se llegó a rumorear esa posibilidad, ¿no? bueno, eh, Esa, esa es una historieta que, que creó un periodista cercano a Villarejo y era, era información ad hoc y, y, y que no tenía muchísimo sentido. Pero eh, los. Eh, porque tú eres eh, detective y conoces. Eh, son mundos eh, muy parecidos, eh, con diferencias eh, por supuesto. Pero los eh, detectives utilizan en alguna ocasión el pinchazo telefónico. A ver, el pinchazo telefónico, como muy bien ha explicado Fernando, eh, antiguamente, antes de una reforma que hubo en el año 89, se hacía. Eh, se hacía tocando el cajetín del teléfono fijo no desde la existencia del, del teléfono móvil al principio del teléfono móvil, las llamadas no estaban encriptadas y cualquiera con un simple aparatito podía captar esas llamadas desde los sistemas de encriptación no existe ningún tipo no, no existen manos privadas, ninguna máquina, entre otras cosas por el, por el coste eh, con capacidad para para pinchar teléfonos. Ni siquiera Villarejo en sus actividades privadas como que, que se decía que había pinchado al BBVA. La grabación aquella era una simple invención de su cabeza. O sea que no no tiene mucho sentido decir que, que existen manos privadas máquinas para pinchar, aunque yo sé que la leyenda eh, seguirá existiendo por mucho que, por mucho que se diga. Bueno tenés... Yo quiero deciros una cosa, añadir que es importante, ¿no? Y es que eh, se sigue utilizando y se, se ha utilizado siempre la instalación de micrófonos, ¿no? Es decir, uh -huh. que esto también es algo que sale un poquito de, de, de lo que estamos hablando, pero que es importante, es decir, eh, y en Cataluña ha habido épocas en las que se han colocado montones de micrófonos en, eh, en teléfonos, en despachos, y que eh, y es una vía muy útil para, para obtener información, ¿no? Bueno, es una vía muy útil y mucho más sencilla, o sea, con simplemente entrar en un despacho y dejar un micrófono... Eh, que, que tiene un coste bastante reducido, eh, eso sí es sencillo, aquí estamos hablando de interceptación de teléfonos móviles con máquina no existe y este sistema que es el DNG Group que simplemente es un malware que afecta direct, o sea que entra por una puerta trasera de entra, entraba porque ya lo, ya lo han bloqueado por una puerta trasera de WhatsApp y entonces sí conseguía entrar a fondo en el teléfono, incluso activar el micrófono del teléfono y escuchar lo que se hablaba alrededor. ¿Y los detectives tenéis la posibilidad, porque en lo del pinchar el teléfono estamos diciendo que, hay, que tiene que ser a través del juez, que de una orden y tal. Uh -huh. eh, ¿La hora de poner un micrófono también tiene que ser a través de una orden o tenéis ahí un poquito más de maniobrabilidad para poder acceder? A ver, grabar cualquier conversación eh, desde... Desde el año 84 hay una sentencia del Tribunal Constitucional. Solamente se puede grabar, mes igual, vía micrófono, vía una grabadora encima, vía lo que queramos, si uno forma parte de la conversación. Uh -huh. Entonces, es decir, yo puedo grabar a cualquiera uh -huh. que esté hablando conmigo. Otra cosa es que yo lo revele después, y, y eso es otra dialéctica. Pero yo lo que no puedo grabar es una conversación entre dos personas si una no me ha dado consentimiento. Uh -huh. Claro, pero por ejemplo, si tú estás hablando con una persona y lo estás grabando, pues porque no hay, no hay ningún problema. Quieres tener una prueba para, pues yo que sé, cualquier circunstancia que se pueda dar, no hay ninguna prueba, aunque la otra persona no esté de acuerdo. Aunque la otra persona no esté de acuerdo hay mil hay mil sentencias incluso de empleados que han grabado a sus jefes o jefes a sus empleados que, que que la, si, la, o sea, si la grabación está hecha, sin edición, como ha dicho Fernando, hay una transcripción y la grabación está completa, esa prueba es válida judicialmente, y si es válida judicialmente es que, es que la grabación es absolutamente legal. La tecnología está cambiando muchísimo este mundo, ¿no? Eh, porque antes era todo como muy eh, casero, podemos decir. Ahora no hace falta estar en la casa del objetivo para poder pinchar un teléfono. Es que yo creo que, que el mundo ha cambiado a tal punto que ya el teléfono... Eh, en estos momentos, si yo quisiese, si alguien quiere saber mis secretos, simplemente con que entre en mi teléfono móvil va a saber mucho más que aunque me haga un seguimiento, eh, me pueda poner un micro en casa, aunque sea temporalmente, claro, si es si es permanentemente. Es, pero el acceso al teléfono ahí es donde nosotros guardamos toda nuestra vida pública, nuestra vida privada y nuestra vida secreta. No, no olvidemos que al final todos eh, ponemos... Eh, hay mil aplicaciones para poder guardar o salvaguardar incluso de nuestra propia familia los secretos, ¿no? Uh -huh. Si a ti te piden averiguar hay cosas sobre una persona, eh, aparte del teléfono, por supuesto, ¿Y ¿qué se puede hacer? ¿En dónde se encuentran pistas sobre un objetivo nuestro? A ver, eh, yo eh, doy clases en la universidad a periodistas de investigación y yo siempre hago el, el mismo ejercicio con ellos, ¿no? Les digo que cojan el periódico del día cualquiera y que me digan un personaje sin saber yo nada y a partir de ahí eh, podemos descubrir en, en menos de una hora eh, dónde vive, con quién vive, qué edad tiene, su Dni, cómo se llama su mujer, cómo se llaman sus hijos, siempre tiene empresas, se pueden saber multitud de, multitud de cosas sabiendo dónde localizarlas y, y sin vulnerar ningún tipo de, de derecho. Precis, precisamente, eh, para un periódico trabajabas cuando tú, bueno, te, te contrataron para localizar al espía más famoso de la historia de España, a Francisco Paez. Eh, lo localizaste tú. ¿Cómo fue ese proceso? Bueno, no, eh, la historia de que fue un periódico el que me contrató tampoco es cierta. A mí me contratan. Ah, vale, para... No, no, no. Pero... Pero no, sabita, no, no es un error tuyo, es, es algo que se dice sistemáticamente. Sí. No, no, eh, yo localizo a Paesa en, do, en dos momentos, en un primer momento porque me localizó me contrata un empresario para saber quién es una persona, que se llama Francisco Pando, uh -huh. y, y nosotros descubrimos que Francisco Pando es Francisco Paesa. En una segunda, en una segunda vez sí me contrató un medio de comunicación, que no es un periódico, que era una, una revista, interview eh, una revista eh, semanal. Eh, para localizarlo para poder, y, y se lo localiza, el, el, el, la revista hace un artículo diciendo que sido yo el que lo ha localizado iban van el director, un periodista y un fotógrafo y lo entrevistan, ¿no? O sea, no, no, no tiene mucho más. Para esa era un tipo que, que en la primera vez sí tiene mucho impacto porque porque era un señor que se había dado por muerto a sí mismo, ¿no? Había sacado una esquela en el país. Eh, con cantos gregorianos incluidos y es y es un señor que siempre ha estado muy vinculado a los servicios secretos extranjeros no españoles, en una época primera con los españoles también, eh, porque es un traficante de armas y, y es un señor que al vender armas pues los servicios secretos lo tienen que tener lo quiere tener controlado para saber a quién le vende armas. Claro, pero tú, por ejemplo, antes has comentado que en esa masterclass que les das a, a tus alumnos, eh, ¿cómo haces, eh, independientemente de cualquier personaje, directamente sin salir de, de, del aula, eh, te, os ponéis a, a mirar y descubrís todo eso, o directamente les dices, bueno, independientemente de todos estos datos que estamos recopilando, tenéis que ir a tal sitio, a tal otro para buscar? No, lo que hacemos en el aula es con un mero ordenador, y con un proyector para que ellos vean todos los pasos que se están dando. Al final, en estos momentos, eh, no, y más después de, de la pandemia, donde se ha adelantado la digitalización entre cinco y diez años, en estos momentos, eh, con un ordenador, eh, estamos absolutamente digitalizados. Vamos dejando huellas digitales allá donde pasamos sin darnos cuenta. No nos olvidemos que cada vez que entramos en Amazon le estamos, regalando, estamos comprando, pero además le estamos regalando nuestros gustos literarios. Yo, yo el último libro de Fernando lo compré en Amazon, o sea, yo estoy diciendo, <risa> le estoy diciendo a Amazon que a mí me gusta determinada literatura y Amazon es capaz de ofertarme libros similares a los de Fernando eh, cada vez que cada vez que entro, no vamos dejando huellas digitales, simplemente hay que saber eh, cómo localizar esas huellas digitales eh, para ir encontrando to todas las eh, todos los pequeños pasos vamos como pulgarcito, ¿no? Vamos dejando nuestras miguitas de pan en el ciberespacio y entonces simplemente hay que saber encontrar esas miguitas de pan para encontrar el camino a casa. Y Amazon va a revelar y va a contar que Francisco Marco compra los libros de Fernando Rueda por, por ahí <risa> lo que nos hemos enterado Yo no sé si Fernando compra los míos por Amazon ¿eh? pero bueno <risa> <Sí>. Ey, <¿tú risa> no, no, que Yo voy a la, el... librería, sí. ah. Ah, a la librería porque hay que ir a las librerías y más ahora eh Bueno, sí, tienes que ha toda habido... la razón A Pero Fernando, que, ese mundo. Que, se, que sepas que yo el mes de septiembre, ahora no sé si a mitades o, o a finales, ya está ya está casi engalerada, sale un libro mío sobre el comisario Villarejo y, y, la, y la historia de la España inventada que nos ha vendido durante... Durante, Ay, qué bueno. El año, desde el año 73. Sí, pues, pues, pues tendrás el... que venir a, a presentarlo, ¿eh? Oye, oye Francisco, pues hasta tienes que hacer ya casi mmm, una trilogía, porque la cantidad que tiene Villarejo de archivos, como tengas que coger y analizar o investigar todos esos archivos que tiene, pues vamos, si no me... vas a tener vida para terminarlo. No, yo la verdad es que lo escribo con, con un periodista de Madrid, eh, con Manu Bravo, Y, y la verdad es que el, el archivo público, o sea, lo que estáis viendo vosotros todos los días es de lo que menos tiramos, ¿no? Nosotros tiramos eh, con, con muchísima información novedosa y, y con muchísima información que, que no se conoce. ¿eh? Se conocerán las tropelías de los años 80 cuando estaba en el sindicato policial y cuando Felipe González pidió que lo echase, o se conocerán sus tropelías con traficantes de armas, con banqueros del narco... Con muchísimas cosas. Sus lados más oscuros, vamos. Los muchísimos más oscuros de lo que estamos conociendo. Ahora lo único que estamos conociendo es un señor chantajista que se alía con una señora para, para afectar a nuestra monarquía. Mm -hmm. es lo máximo que estamos sabiendo. ¿Y la... Pero a partir de ahí veremos cómo es un señor que llega a ser hasta testacerro De un banquero eh, narcotraficante condenado en Francia. Francisco Marco, y la última información que se ha conocido sobre Roger Torrent, eh, te pregunto tu opinión, solo tu opinión ¿es espiado por Madrid hacia Barcelona, hacia el presidente de Cataluña eh, de la, del Parlamento Catalán o es un espionaje entre eh, dos eh, facciones de poder en Cataluña? ¿qué opinas tú? A ver, yo eh, soy catalán muchísimo a mis fuerzas y cuerpos de seguridad, pero estoy convencido que no tienen esos sistemas, eh, no tienen la capacitación eh, ni para llegar a, a, a NGO ni para utilizar esos medios. ¿Y eso qué significa? Pues eso significa que, y, y voy a decir una cosa, que a Fernando a lo mejor se le ponen los pelos de punta, pero eso, lo único que significa es que tenemos unos servicios de inteligencia que sí están capacitados y deben estar capacitados. Ajá. O sea, que tú crees que, que vino ese espionaje de Madrid, ¿no? Yo, a ver, eh, yo opinión, no, te, ¿eh? no, no, no tengo absolutamente ningún tipo de conocimiento sobre el tema. Eh, me he informado, eh, como, como todos nosotros a través de la prensa, pero lo lógico sería que viniese de Madrid, porque las fuerzas y cuerpos de seguridad catalanes no tienen esa capacitación. Francisco Marco, en La Rosa de los Vientos eh, el detective más importante de nuestro país, estuvo durante mucho tiempo al frente de Método 3 es una persona que conoce muchísimo, muchísimo sobre lo que tanto se ha hablado durante esta semana eso son los secretos de las otras eh, personas, es uno de los detectives y insistimos en más importantes y más interesantes de nuestro país eh, fue el hombre que localizó a Paesa, bueno, y también se dice ¿no? Eh, es verdad o no eso que se dice que fuiste tú el que destapaste, por ejemplo, el caso Malaya, o uno bueno, de no, ellos. No, no, no, el caso Malaya fue, fue una labor de, de la Policía Nacional, del Cuerpo Nacional de Policía, con muchísima ayuda eh, del comisario Villarejo, traicionando a un cliente suyo, y eh, yo lo único que hice es eh, los servicios, eh, la policía no localizaba el dinero en el extranjero de una de las personas imputadas, y yo localicé en Isla de Man, eh, el gran el gran banco de dinero que había defraudado a la de Marbella. A mí es que eso es una de las cosas que más me sorprende, que como vosotros como detectives, claro, alguien que tenga mucha pericia, ¿no? En, en tu caso, conseguís muchas veces cosas que parecen como un mundo imposible para las, las fuerzas de seguridad del Estado, seguramente pues porque les ponen más más cortapisas, ¿no? No sé, porque Bueno, será. Eh, yo yo creo eh Primero hay que decir que nuestras eh, que nuestras fuerzas y cuerpos de seguridad son eh, de las mejores policías del mundo, quizá porque estuvimos 40 años opacados y entonces hubo que hubo que utilizar mucha inteligencia y mucha artimaña ¿no? para llegar. Pero al final no nos olvidemos, eh, la policía, eh, si quiere saber si alguien tiene una sociedad en Malta, tiene que pedir una comisión relatoria. y claro. Eso significa pedírselo a un juez, que el juez lo autorice, salir de España, ir a la policía maltesa, que la policía maltesa pase los filtros, que la fiscalía lo apoye. ...que lo hagan y entonces se, se haga... ...yo al final eh, lo único que tengo que hacer... ...es irme al registro mercantil de, de Malta... Eh, tener o saber cómo tener acceso a la información y sacar la información. claro Para mí eso son cinco días y a lo mejor para, para una investigación oficial eso son seis meses, ¿no? Uh -huh. y, y para una persona que no está ni en un sitio ni en otro es toda la vida y no lo consigue. <risa> <risa> bueno, pero yo al final, al final me dedico a eso y, y además me habéis puesto con lo de Malaya el ejemplo más fácil porque si, en, si de verdad yo estoy especializado en algo eh, no es en localización de personas ni en ni en espionaje, sino en, en localización de dinero oculto, ¿no? En localización mm. del fraude y la gente que, que no quiere pagar, eh, ¿dónde tiene el dinero? ¿Cómo está viviendo, no? Es, pues, es, oye, esa y, es mi gran Pues entonces tienes que tener mucho trabajo. ¿Y bueno, conoces algo eso, sobre eso espero, los Puyol? Sí, es <risa> si conozco algo de los Puyol. Sí, sí <risa> tiene mala intención esta pregunta porque <risa> es lo que decías, ¿eh? Pero a ver, eh, de los Puyol conozco como cualquier ciudadano catalán y español quizá un poco más, porque obviamente yo yo estoy aquí en, en, en el territorio y al final, quieras o no, yo manejo información que, que no se conoce. Bueno, y hemos visto que ahora simplemente los han procesado y va a haber un juicio y, y, y sabremos dentro de unos meses, llevamos ya seis años, sabremos dentro de unos meses si realmente la bolsa de dinero que tenía el extranjero provenía de la corrupción o, o no. Francisco Marco, ha sido un placer estar contigo, ha sido un placer... Tú igual no lo percibes, pero tener alguien en el programa que es un personaje de película, lo que conoces y lo que has hecho. Eh, algún día la harán, ¿eh, Francisco. Bueno, pero tú tienes uno que... Fernando también es bastante de película, ¿eh? No nos olvidemos que a, Fernando, que a Fernando le han entrado en casa, le han cogido el ordenador, le han... Bueno, a mí me gustaría también saber mucha de la información que sabe Fernando. No, no, si no peleéis, <risa> y ahora cogemos directamente un director de cine y una productora y hacemos los guiones. no hay, no, no hay problema. Yo como queráis. Yo, yo con Fernando voy a, a casi cualquier sitio. Claro. Oye, una cosa importante, eh, Francisco, que en septiembre nos vemos, ¿no? Con tu nuevo libro. Bueno, eso espero. Vale. Conmigo y, con, y con Manu Bravo, que es el que lo escribe conmigo. Es un tío magnífico que no lo conocéis y, y es un, y tiene una pluma como, como los dioses. Fenomenal. Francisco, mil gracias. Gracias a vosotros. Un abrazo. Un abrazo. Un abrazo siempre nos sorprende, siempre tiene informaciones eh, si no deja no da puntada sin, eh, sin hilo, o hilo sin puntada no sé si lo digo al revés o lo digo al derecho eh, Fernando Urreda eh, qué interesante todo lo que nos cuenta siempre Francisco Marco Sí, porque ha, eh, ha vivido y ha, en, en las alcantarillas y las ha trabajado y, y bueno y ha hecho ha hecho un ...un gran trabajo, ¿no?, en, en todos los temas, ¿no? Yo Vamos discrepo a... en alguna cosa eh, con él... ...pero bueno, ahora cuando contaremos la historia... ...yo ofreceré mi versión sobre, sobre el tema, ¿no? Vamos a conocer un poquito la historia... ...de los eh, pinchazos eh, telefónicos... cuando se dice así... ...es que antiguamente se hacía de esta forma... ...se pinchaba el teléfono realmente... ...se pinchaba la línea, ¿no? Sí, se pinchaba la línea, como os he explicado antes... Eh, pero también es verdad que llega un momento ya en este, en este siglo en el cual eh, se busca un sistema que deje de ser tan chapucero como el que había y se crea el sistema eh, de interceptación SITEL. SITEL eh, es un sistema informático que permite una interceptación ágil, sin límite, indetectable, indetectable y sobre todo con la máxima calidad. Ahora mismo, lo que tenemos, lo que teníamos ya hace unos años para sustituir a, a esas interceptaciones, es, eh, tenemos tres servidores centrales, de la policía, de la Guardia Civil y del CNI, que están conectados a un ordenador central de la Dirección General de, de Comunicaciones en Las Rozas, y ahí se almacena la información que facilitan las compañías telefónicas. Es decir, que ahora cuando vamos al juez, o cuando, perdón, van al juez, la policía, la guardia civil o el CNI van al juez y eh, piden una interceptación, el juez la autoriza y entonces las compañías telefónicas dan unas claves para que desde este eh, ordenador central se facilite a, a los servidores a los tres servidores la ya directamente la, eh, la línea digamos eh, interceptada y ¿no? ahí ahora ya no se graba en analógico ya se graba en una cita en digital se graba en digital En, en un eh, disco duro y ahora esas interceptaciones ya eh, son la repera en bote ¿no? porque eh, permiten, por ejemplo eh, oír todas por un lado eh, desde el despacho, desde cualquier despacho a través de un ordenador se eh, escuchan todas las conversaciones pero también está la facilidad de que eh, un, un ordenador portátil tenga un policía, un guardia civil, un agente del CNI, eh, esté, digamos, cerca de la, del objetivo y pueda estar escuchando la eh, conversación. ¿Antes? Con una ventaja increíble, que es una gran novedad con respecto a, a lo que os explicaba antes. Ahora mismo, eh, en esa pantalla del, del ordenador, cuando el, el objetivo eh, habla, llama eh, a un tipo, inmediatamente aparecen en un rincón de la pantalla una serie de datos personales eh, bueno, del, del interceptado pero también de la persona con la que está hablando con lo cual inmediatamente sabemos quién es, sabemos todos sus datos, su dirección postal y tal, y además algo importante, sabemos la ubicación geográfica, es decir dónde está esta uh, persona, y además y ya oh, concluyo No solamente sabemos la, el contenido de la llamada, sino que, obviamente, podemos tener acceso a todas sus comunicaciones por Internet, ¿no? Es decir, los mensajes que envía, las páginas en las que entra, todo eso es inmediatamente grabado Antiguamente eh, parecía que era factible por lo menos sospechar que te habían pinchado el teléfono eh, se oía mal, se oían ruidos extraños se oía a veces eh, tu propia voz eh, que era una grabación pero ahora es eh, totalmente indetectable precisamente gracias a la tecnología y gracias al uso ya no se pinchan los teléfonos se escuchan los teléfonos Sí, sí. Hasta, fija, fijaros que hasta, hasta qué punto esto es de, de garantía, que yo recuerdo, es un caso histórico, pero que, que a todos nos suena, que es en el caso de Gürtel, cuando la policía estaba haciendo las interceptaciones, eh, descubrieron que Francisco Correa, el resto de los implicados tal, disponían de varios números, es decir, que todo el mundo obviamente eh, adoptaba las medidas de seguridad y cambiaban de, de números, pero llegó un momento, en noviembre del 2008, en el que tenían la sospecha de que les estaban pinchando el teléfono, ¿no? Y entonces lo que hicieron fue resetearlos, eh, buscando precisamente troyanos, estamos hablando de 2008, ¿eh? eh troyanos, es decir, virus, eh, para ver si les estaban escuchando, ¿no? Bueno, eh, le dio negativo y entonces se quedaron absolutamente tranquilos. Y lo que no sabían en aquel momento es que Sitel Eh, podía escucharles sin dejar ninguna huella, sin dejar ninguna pista y que, y que bueno que est estuvieron absolutamente controladísimos. Y en pues, todo eh, esto llega Pegasus. Eh. ¿Qué es Pegasus? Eh? ¿Cuándo nace y por qué nace Pegasus? Pues Pegasus eh, nace porque eh, se necesita eh, tener un control, que como decía antes Paco Marco, se necesita tener un control ...total del teléfono, porque ahora mismo eh, lo que el teléfono lleva, lo ha dicho muy bien, nuestra vida pública... ...pero lleva también nuestra vida privada, ¿no? Y entonces, eh, bueno, pues a veces eh, necesitamos escuchar a, a alguien... ...y necesitamos tenerle absolutamente controlado. Y más aún, yo me atrevería a decir, a veces necesitamos escuchar a alguien... Eh, sin la autorización judicial, ¿no? Y entonces lo que eh, se hace es meterle un virus. Ahora, ¿qué es, eh, ¿qué es lo que hace NSO Group? NSO Group es una empresa israelí, eh, eh, todas estas empresas tienen alguna relación con el gobierno israelí, y entonces lo que hacen es diseñar el programa, pero necesitan meter el programa en, lo, en los ordenadores, ¿no?, Y, eh, que son los teléfonos. Entonces, claro, esto es, eh, digamos, eh, más complicado. Entonces, ¿ellos qué es lo que hacen? Veréis, todos los programas eh, de, de que, que utilizamos, WhatsApp es, es el caso eh, último, eh, tienen eh, vulnerabilidades. Entonces, hay hacker, hay eh, gente en el mundo de la informática que se dedica por deporte a buscar vulnerabilidades en cualquier tipo de programas, en Google, en todo. ¿no? Entonces, una parte de ellos lo que hacen es, cuando descubren esas vulnerabilidades, se las regalan o se las venden a las propias empresas, uh -huh. que rápidamente las compran y tapan ese agujero que, que tiene. Pero hay otros hackers que lo que hacen es venderlas al mejor postor. Y, y en SEO Group es una de esas empresas a las cuales van los hackers y le dicen, hemos descubierto en WhatsApp que tienen un agujero por el cual se puede penetrar. Entonces en ESO Group les, les paga una considerable cantidad de dinero y aprovecha esa vulnerabilidad para que sus clientes metan esos programas, eh, en este caso Pegasus, que ellos eh, han, han adoptado. ¿Qué es lo que pasa? Que esto vale mientras la compañía no detecte que tiene ese agujero. Claro. Y entonces Eh, fue esos dos meses en los que la, la, se lanzaron hasta 1.400, 1400 eh, penetraciones en, en teléfonos. ¿no? Aquí os quiero dar un dato que yo he encontrado en el New York Times hace tiempo, lo encontré. ¿no? Y es que eh, cada, cada penetración de estas. Dicen que vale 77.000 euros. Es decir, estamos hablando de una cantidad de dinero eh, que es aceptable para un gobierno, que es aceptable para los cuerpos y fuerzas de seguridad del Estado, pero que no es aceptable para un cliente normal, porque excepto que sea un banco, ¿no? digamos todas estas cosas. Pero es que la mejor sí, for, la mejor forma de espiar ahora mismo, más que como a la antigua, ¿no?, de ir detrás o infiltrarte, es, pues, lo que estamos hablando. Coger y, y directamente controlar tu móvil para saber con quién hablas, con quién no hablas, con quién te envías correos, con quién no, y el ordenador. Y ahí ya prácticamente tienes control a la persona. Que, claro, y en un teléfono que tienes eh, mensaje. Pues, claro, hay... Eh, whatsapp dicen y es verdad no que tiene un, un sistema de garantizado de que yo te mando te mando a ti un, un whatsapp silvia y en ese trayecto eh, no nadie nos puede eh, descubrir lo que hemos mandado pero si alguien está dentro de mi teléfono uh -huh. ese mensaje que yo he mandado sí que lo puede encontrar sí. es decir eh, estamos que todas las garantías de seguridad se acaban una vez que estamos ahí pero es que además Eh, en eso group tiene u, u, un sistema para poder hacer desaparecer esa, esa penetración. Es decir, que cuando entran en el teléfono de torrent, eh, es, parece ser que es a través de una llamada y entonces eh, ellos tienen la capacidad de borrar esa llamada. Es decir, que no hay forma de descubrir nada, ¿no? aunque sospeches que normalmente no te, nos hacen una llamada de un teléfono extraño y no sospechamos ¿no? pero aunque sospeches ellos tienen la capacidad de borrarla y tienen la capacidad de que el programa eh, no esté ahí cuando, cuando se pueda investigar ¿no? es decir, que estamos hablando de una tecnología que es tremenda, pero también os digo una cosa, en la lista eh, que se publicó hace de 45 países que, tenían, que habían contratado con NSO Group se, yo la tengo de hace un año y pico, no aparecía España Hace año y pico, ¿eh? Quiero decir, o dos años, es decir, que luego pudieron hacerlo. Pero aparecían países como Francia, es decir, aparecían, es verdad que aparecían países como Emiratos Árabes, Kazajstán, bueno, pero también aparecía Francia, Reino Unido, Estados Unidos. ¿Y sí, qué sí, es lo sí. que pasa? Que a, ahora llega, el, eh, se ha producido lo de Torrent y lo de otros dirigentes, y Interior y la policía han negado haber comprado esto. ¿Y qué es lo que ha dicho el CNI? El CNI afirma que ellos, y, y lo, os lo voy a leer textualmente, actúan siempre con pleno sometimiento al ordenamiento jurídico y con absoluto respeto a la legalidad vigente. Claro, ellos dependen, quieren decir que para hacer cualquier cosa tienen que pedírselo a un magistrado del Tribunal Supremo. Yo lo único que digo es que eh, me recuerda esto al Watergate y era cuando alguien eh, hacía, eh, que decían los periodistas, negaciones que no niegan es tan fácil eh, que interior y la policía hayan dicho nosotros no los hemos contratado sí, eh, eh, sin embargo el CNI no ha, no ha sido tan radical en esto ¿no? uh -huh. ¿Y -y quién creo crees? que eso, que eso mmm, está clarito ¿no? ¿quién quiere ser por lo tanto que ha podido ordenar este ataque, este espionaje este pinchazo telefónico pues yo lo que digo es Uno, que eh, ellos no eh, tenían eso, pero hay que reconocer que la policía y el CNI sí tienen, y se sabe, porque esto se hace un par de años, la, la empresa que es la competencia de NSO, que es Hacking Team, bueno, pues eh, te vende programas similares, bueno, pues eh, le, le hackearon, curiosamente, y ahí nos enteramos que el CNI Eh, le, a, hasta enero de 2016 se había gastado casi 3 millones y medio de euros comprándoles programas y que la policía también quiere decir que están en este mercado el eh, como, de, como debe ser ¿eh? decir, como Estados Unidos decir, como, como debe ser ahora yo hago un matiz la Generalitat eh, usó una aplicación similar para seguir los movimientos de políticos y mosos contrarios Al esto es algo que le ha recordado el PP a Torrent porque esto es algo que hizo la, la Generalitat. Y también me gustaría recordar que los Mossos tienen mucha relación con la inteligencia israelí. Yo no tengo ni, ni pajo no, de cabeza, no pero, pero se entiende perfectamente lo que no ¿Eh? sé. Quiero decir claro. que, que. ¿Quién ha podido ser? Bueno, pues. Eh, Posiblemente haya sido alguien del, del, del estado, ¿no? Eh, es curioso también que eh, desde la desde Torrent hablan de la policía patriótica, ¿no? La Policía Patriótica eh, no puede, no tiene dinero para comprar eso, ¿no? La Policía, u, u, otra cosa es eh, que no hayan querido acusar a, al gobierno socialista, ¿no? que era el que estaba en el poder en aquel momento, ¿no? pero son contradicciones. Lo único que hago es marcar esas contradicciones. ¿eh? No digo porque, repito, no tengo ni a de idea. Personajes pero tiene que haber sido alguien que sea un Estado. Si no, en ese grupo no se lo viene. Personajes importantes, eh, relevantes, que conocemos todos. Hay muchos eh, que han sido espiados o vigilados con Pegasus, ¿no? Sí. Eh, aquí eh, os, os voy a mencionar solamente algunos, ¿vale? Eh, el primero que lo dijimos en su día, eh, Kasogui. Kasogui, el periodista que fue eh, asesinado eh, en la embajada de Turquía, el periodista de Arabia Saudí, eh, que, bueno, que había tocado las narices bastante al, al, a su propio gobierno, a, su, a la propia monarquía, y entonces mm, eh, lo mataron en, en la embajada de Turquía, cuando iba a sacarse unos papeles para poder casarse, y luego le trocearon. ¿no? Bueno, aquí se demostró que le habían instalado en el teléfono Pegasus a él y a otro disidente amigo suyo, que era Omar Abdulaziz. ¿no? Luego está el caso que ha mencionado eh, Paco Marco, que es que eh, Jeff Bezos, ¿no? el, el, jefe de Amazon. el de Amazon que, y, de, y el dueño del Washington Post, eh, bueno, pues eh, esta es una historia eh, fantástica, porque eh, aquí todo señala a Mohamed Bin Salman, el príncipe heredero de Arabia Saudí, según la versión de, de Bezos como responsable de, de, de colocarle el programa, ¿no? Porque ellos eh, el 4 de abril del 2018 eh, cenaron juntos supuestamente porque eh, MBS quería hablar de economía con él eh, se intercambiaron el teléfono, le mandó un mensaje esa noche y un mes después le mandó otro mensaje eh, con un, con un vídeo eh, que obviamente pinchó eh, Bezos para ver qué es lo que era y una vez que pinchó pues metió el, el Pegaso. A, a partir de ahí le investigaron y cuál era el punto débil que salió de su vida privada de Bezos. Pues joder, que estaba con, con una chica y que, y que se iba a separar de, de, de su mujer. ¿no? Bueno, pues el, eh, resulta que Bezos empezó a apoyar a, a Kasogi y entonces se soltó con las narices al príncipe. Y a partir de ahí le mandó un, un mensaje el, el propio príncipe a, a Bezos diciendo, abrir comillas, discutir con una mujer es como leer un acuerdo de licencia de software. Joder. Este no entendió nada hasta que unos días después un periódico, National Incurate, le, eh, le llamó para decirle que eh, tenían información sobre él relativa a, su, a una relación que tenía con una, con una mujer, ¿no? Bueno, esa información se basaba en los eh, WhatsApp que tenía en su teléfono. ¿Cómo obtuvieron esos WhatsApp? Pues gracias a Bezos y gracias a que el príncipe le había metido el, el, el programa espía. Y, Pero eh, otra cosa más simple, que es la de... Simple, bueno, entre comillas, ¿no? Eh, es lo de México, ¿no? Al menos desde 2014 el gobierno de eh, mexicano, eh, pues... Eh, que había comprado Pegasus y otros programas, bueno, pues se utilizó todo eso con eh, periodistas, con activistas, con, con, con una serie de gente. ¿Para qué? Bueno, pues se ha demostrado que se utilizó, por ejemplo, contra tres promotores del impuesto a las bebidas azucaradas eh, que estaban en contra de la obesidad. Bueno, pues se lo instalaron. A unos abogados que desa eh, investigaban la desaparición de 43 estudiantes en Ayotzinapa, también un economista que ayudó a redactar un proyecto de ley anticorrupción, Pegasus, que te crié, y un estadounidense que representaba a víctimas de abusos sexuales. Bueno, pues pues claro, esto fue un gran escándalo y entonces se descubrió que eh, las agencias federales mexicanas se habían gastado 80 millones de dólares en programas de espionaje. Por lo tanto, Fernando, no hay espía que se precie que no tenga Pegasus o que no espira tenerlo, ¿no? O Pegasus, o los que os he mencionado de, de otras empresas que no es solamente en ese grupo y que obviamente los tienen pues porque a veces hay que hacer un espionaje sin eh, orden eh, judicial. Es verdad que también se puede utilizar en hechos eh Pegasus eh, para eh, pedirle a un juez necesitamos entrar en el teléfono de este tipo, no, no sé qué, y tener más información que sus llamadas telefónicas y querer bueno y queremos entrar en su teléfono. Bueno, pues lo puede autorizar él. Tiramos de la manta, Fernando ¿Te parece? Adelante Venga Y vamos a tirar de la manta con Fernando Reda Para conocer algo más Fue muy importante Muy relevante Es el último genocidio Y esperemos que no haya nunca Ninguno más De la historia del planeta Tierra El genocidio en Ruanda Bueno, cuéntanos, Fernando Sí Tiene 84 años Y está enfermo No he visto ninguna foto de él, pero le imagino un anciano de esos que parece que nunca ha roto un plato. El mismo aspecto que presentaba Pinochet, el sanguinario dictador de Chile, cuando en Londres le enviaron de regreso a su país negando su extradición para ser juzgado en España, alegando que estaba muy malito. Eso sí, en cuanto pisó Solo Patrio, se levantó de la silla de ruedas y recuperó toda su vitalidad. Felicien Cabuga, el triste protagonista de la historia de hoy, fue detenido a mediados del pasado mes de mayo en París, donde vivía amparado en una identidad falsa. Es fácil deducir que tras 26 años huyendo de la justicia, albergaba la esperanza de que no le pillaran y saliera libre de los delitos de su pasado. Ya viejito, ¿qué interés tenía nadie en meterle en una cárcel? Se equivocaba. La justicia, la verdadera justicia, ni olvida ni perdona, y mucho menos cuando llevas a tu espalda la losa de haber sido el artífice intelectual del asesinato de un millón de seres humanos inocentes. Kabuga era en 1990 un destacado ciudadano ruandés con una relación estrecha con el presidente. Llevaba una vida de lujo proporcionada por una importante fortuna, Dios sabe, procedente de qué chanchullos y corrupciones. En un país en el que convivían Hutus y Tutsis, Kabuga consideraba que los suyos, los Hutus, eran una raza superior y que los Tutsis eran un estorbo. No es que Ruanda fuera un país con clases sociales diferenciadas. Allí unos cuantos vivían de lujo, como él, y el resto era una población abandonada. Pero Kabuga y su círculo de poder decidieron que los Tutsis les estorbaban, así de simple, y decidieron acabar con ellos de la manera más brutal, matándolos. ...participó en 1991... ...en el diseño de la operación que pasaba... ...por crear una milicia extremista... ...UTO... ...cuyo único objetivo fuera acabar... ...con sus hermanos ruandeses Tutsis... ...él puso de su bolsillo... ...y buscó financiación... ...para los terroristas... ...pero no era suficiente... ...decidió concienciar a la población... ...de la necesidad de acabar con los Tutsis... ...la radiotelevisión de las mil colinas... ...que él presidía... ...se convirtió en el principal medio de comunicación para lanzar mensajes a favor del odio a los Tutsis. Paralelamente, fue aumentando la financiación de los milicianos sutus para que dispusieran de las armas para tan asquerosa faena. Durante 1993 no importó ametralladoras o fusiles, sino miles y miles de machetes. Entre abril y junio de 1994 se produjo la matanza, que por cierto ninguna autoridad mundial impidió. Lo hicieron a posteriori persiguiendo a los máximos responsables. Kabuga, el banquero del demonio, puso pies en polvorosa. Se cree que primero estuvo unos años en Suiza. Después regresó a África. Se movió entre el Congo y Kenia, donde estuvieron a punto de pillarle en 1997. Diez años después apareció en Alemania, de donde pudo escapar. Ahora se acabó su vida. Puede que una enfermedad le libre de entrar en la cárcel, pero lo que espero, lo que espera la sociedad, el mundo entero, es que se siente delante de un tribunal que sea condenado por las barbarias cometidas. Una gran alegría. El último genocidio en la historia de la humanidad eh, En tirar en la manta. Fernando Rada, muchas gracias. Un abrazo fuerte. Eh, Cuídate, chicos. disfruta. Un abrazo, te chao. La Rosa de los Vientos Sí. Personaje oculto de la noche, nuevas no pistas, en nuevos datos ¿Sí? para localizarlo e identificarlo. Eso es. Recordamos a nuestros oyentes que es uno de los exhistosos pintores del Renacimiento, exhistosos pintores del Renacimiento, que además tuvo muchos discípulos que aprendieron de él. Pero aquí va la segunda pista. ¿Quién puede ser? Si una enfermedad acabó con él precipitadamente, Ya sabéis que podéis escribir al correo a 0.es o también podéis participar en Twitter con almohadilla Rosavientos. Las opciones que os damos de los pintores del Renacimiento son Tiziano, Leonardo y Rafaelo. En rosa.vientos.es rosa escribirnos quién puede ser y entre todos los que acertéis Uno de vosotros recibirá un detalle del programa, así que muy atentos y a participar rápidamente. La una y treinta y eh, continuamos. El círculo secreto. Bueno. Dejarse, abrirse el pecho con una espada. El arakiri es una muerte por honor, es una muerte ritual. Está dicho en el círculo secreto, muertes rituales. Y es que la vida es una creencia, pero para algunos también lo es la muerte. Morir con honor, morir por algo superior, morir como una forma de ritualidad de way aunque parezca mentira eso existe y lo vamos a conocer esta noche en el círculo secreto y lo vamos a saber con Juan José Hezoro Juanjo muy buenas que tal hola muy buenas noches hola juanjo tenemos que preparar vendajes tenemos que preparar eh, no sé algún maletín de auxilio Y sobre todo la distancia de seguridad para que si salpica, sí. que, no, que no manche. Vale. Eh, sí, siempre con ese humor inglés tan tuyo que tienes. ¿eh? Joder. El Arakiri, lo he puesto como un ejemplo, pero es que es una muerte ritual, ¿no? Sí, el, el Arakiri, bueno, también lo, lo denominan quizás más correctamente en Japón el seppuku, sí. que es el, la otra denominación que tiene, pero bueno, nosotros lo conocemos más con el Arakiri, Yo creo que, que que responde a ese tipo de, de muertes, tú lo decías, ¿no? Muertes por honor, pero sobre todo son muertes... Que, que entienden que es preferible una muerte con significado a una vida sin él. Y entonces, eh, en el caso del de, de Arakiri, por ejemplo, era una práctica que al principio estaba restringida únicamente a los samuráis era esa muerte por honor, pero también porque se entendía que se había llegado a un punto en el que la vida estaba vacía de significado y era preferible pues actuar de una manera un poco más digna, por lo menos con ese final. Y a veces también el, el, el Arakiri era una, una, una inmolación que se realizaba, un suicidio ritual, que se hacía no solamente en privado, sino también en público, en una ceremonia pública, también para darle mayor eh, entidad y, como digo, mostrar ese desapego hacia, hacia el cuerpo. Luego, claro, cuando desaparecen los samuráis, la práctica se, se, se queda, y por ejemplo la, la hacía mucho y lo hemos visto también por ejemplo pues en películas ¿no? por ejemplo la segunda guerra mundial sí. militares que lo hacen eh, a veces porque han obrado mal considera que han obrado mal y que han perdido el honor o también en eh, en pleno en plena batalla para evitar caer en manos de, del enemigo eh, porque también es como poner la vida, como que también la vida se vacía y la pones en manos de otra persona al convertirte en prisionero entonces también se considera que es un momento de deshonor Y, y se hace eso, ¿no? La práctica, después de la Segunda Guerra Mundial, yo creo que prácticamente, bueno, desaparece, pero sí que hay un caso muy conocido en los años 70, que es el de Mishima, que sí que hizo una... Un, se hizo Alakiri, él con otra serie de compañeros, en un momento dado en el que este autor, que es un bueno, conocido novelista, también fue eh, cineasta, lo que hace es que él... Eh, Eh, bueno, es un momento también en el que se está reflexionando mucho de hacia dónde va la identidad de Japón si se está occidentalizando demasiado si se han perdido un poco las esencias tradicionales y en ese momento de reflexión él se une a un, a un movimiento que reivindica también las raíces profundas de Japón y eh, llega incluso, bueno, pues la, la mayor expresión un poco de eso es morir en morir en público a través del de, de Arakiri. ¿no? pero bueno, luego también hay otras prácticas que... También ahora mismo yo creo que son un poco contrarias a nuestra sensibilidad, ¿no? Las consideramos actos de brutalidad, como por ejemplo el sati de, de la India, que es eh, la práctica que se hacía también hasta que llegaron los británicos, en, en algunos casos no estaba generalizada, que era cuando el varón... Eh, bueno pues eh, va a ser que se, se hace la incineración en una pira pública Así. pues la mujer salta a la pira bueno ¿no? salta o la, o la empujan o la empujan en principio es un acto se supone que voluntario ¿no? pero, pero es cierto que bueno hace no muchos años yo creo que hace hace poco tiempo eh, hubo también hubo un revuelo porque parece claro es una práctica que ya está absolutamente en principio abandonada en la India pero sí que creen que en algunos casos se puede estar practicando en secreto y salió a la luz el caso de una joven que, que al parecer no quedó claro si se había tirado también a la, a la pira de su marido en llamas o, o fue empujada pero también se, se produjo el, la práctica de la, de la sati ¿no? Este tipo de prácticas, en las muertes rituales nos podemos remontar mucho tiempo atrás e incluso al antiguo objeto ya existían allí Claro, esto a mí, claro, estas más o menos que hemos comentado, bueno, pues las, las conocemos, las podemos llegar a entender, pero es cierto que hay en determinados contextos este tipo de muertes rituales que, que, que evidentemente no tenemos muchas pistas de lo que de lo que significaban porque no o viene estamos en épocas muy remotas o no hay fuentes que, que nos den esa información y siempre se ha hablado mucho y también un poco también por culpa del cine de si había sacrificios humanos asociados también al contexto funerario en el, en el Egipto, en el antiguo Egipto Eh, hay una película, yo creo que es de los años 60, una película polaca que es Faraón, que es una también de las de las clásicas de, de Egipto, donde sí que más o menos se deja entrever que eh, al final morías acompañado, y también algunas de las versiones modernas de la momia, pues también parece como que hay que, además de morir el rey, pues parece que también hay un séquito que muere. Esto sí, la realmente ser, la servidumbre, incluso con Cleopatra muchas veces, ¿no? sus doncellas más cercanas, como que también se tienen que suicidar al lado de ella. Eso es, pues realmente en, el, en lo que es en el antiguo Egipto no, no se practicaba esto, este acompañamiento así funerario, no sabe, no sabe, por lo menos en la época digamos de, la, de las grandes pirámides, en, en todo lo que es el imperio nuevo, eh, sí que luego va a haber una, hay una serie de sacrificios, pero bueno, que son mmm, cuando tú coges prisioneros, por ejemplo, y los sacrificas públicamente, bueno, pero es distinto, pero sí que nos encontramos un periodo muy antiguo, nos tenemos que ir al periodo predinástico, Estamos hablando de, pues como cerca de unos mil años antes de, las, de la época de las grandes pirámides, en torno al año 3750 y 3300, en ese cuarto milenio, cuando todavía ni siquiera está muy claro qué tipo de, de organización política había en Egipto. Se habla de una especie de protorreinos, había como tres entidades políticas, una que estaba en Abydos, otra que estaba en Nagada y otra que era Yerecámpolis. Y aquí en Hieracámpolis lo que nos encontramos son. Una, una especie de, de espacio mmm, poblado que tiene un cementerio donde se detectó cuando se hicieron las excavaciones que ahí estaban eh, yaciendo las élites de la, de la localidad y en concreto había una tumba que es la tumba 16 donde ya vamos a encontrar dos cosas por un lado mmm, encontramos como eh, una serie de elementos que luego van a acompañar todo lo que son los ritos funerarios de Egipto a lo largo de toda su historia Pero nos encontramos también esto que estamos comentando, los sacrificios humanos. Y esto es muy, muy interesante, ¿no? Pues nos encontramos, por ejemplo, dentro de lo que es el ajuar, aquí, bueno, encontramos ya una especie de, de protomastaba, de, de estructura así cuadrangular, que luego va a derivar en lo que va a ser la, la mastaba. Nos encontramos, por ejemplo, restos de, de cerámica de la diosa Bat, que es la diosa que tiene cabeza de, de vaca, y que sabemos que está asociada a, la, a los astros, y que está asociada también al faraón posteriormente. Pero luego, cuando nos encontramos... Eh, el acompañamiento nos vamos a encontrar por un lado animales salvajes y animales domésticos que tienen también un interés simbólico muy importante porque por ejemplo los animales salvajes parece que podrían encarnar ciertas virtudes o, o atributos del, del, de la, del gran personaje que estaba aquí enterrado pero luego nos encontramos 39 individuos, 39 seres humanos que están en unas edades comprendidas entre los 8 y 40 años pero en su mayoría Parece que eran de, tenían en torno a unos. eran adolescentes, en torno a unos 15 años, y que no debieron morir de muerte natural, sino que seguramente fueron sacrificados. Entonces, claro, esto estamos todavía, como digo, en un periodo predinástico. Pero si luego nos vamos ya a Vidós, que ya es. tenemos que ir pues unos 500 años aproximadamente después, más o menos, 500, 600 años, ahí ya tenemos la primera dinastía y ahí sí que nos encontramos la tumba de un primer faraón. Y acompañando a este primer faraón, nos vamos a, vamos a hallar a eh, nada menos que 590 cadáveres de lo mismo, de personas que se calcula por los eh, análisis que se han hecho, que debían tener en torno a unos veintitantos años. Y que mmm, los últimos análisis que se han hecho eh, consideran, y repasando un poco también todo, toda la excavación, que seguramente fueron estrangulados. Además toda la, todo lo que es este, este yacimiento, toda esta tumba parece que fue sellada al mismo tiempo, así que seguramente debían ser personal, muy cercano, como tú decías Silvia, un poco sirvientes, eh, gente un poco del círculo más, más íntimo. Y que, bueno, pues se decidió que debían acompañar al, al faraón en el momento en el que en el que éste había fallecido. Pero porque los egipcios tienen la tradición, ¿no?, de que tienen que llevar una vida fantástica cuando mueren, ¿no?, en el más allá. Es por eso, a lo mejor, una de las explicaciones o hay otras... Claro, el problema es que en esta época no se sabe exactamente cuál era la creencia que se tenía en el más allá. Porque, como digo, los primeros textos que tenemos que nos hablan con claridad de cómo era el más allá son los textos de las pirámides que, como digo, nos iríamos por lo menos a unos 500 años después de estos enterramientos. Entonces, se sospecha que evidentemente sí que había ya una creencia en el más allá, que esa creencia a lo mejor no estaba generalizada en toda la población, sino que solamente era una... solamente, digamos, la inmortalidad después de la vida era accesible a, a las capas más altas de la sociedad, y entonces el, el, la idea es que seguramente, pues sí, de alguna forma le tenían que servir o le tenían que ayudar en el más allá. Cuando ya tenemos fuentes claras de cómo conciben el más allá, que es por ejemplo a partir de los de los textos de los sarcófagos que se denominan, o por ejemplo ya el libro de los muertos, ahí sí que se ve que el, el difunto tiene que ir hacer haciendo un recorrido por esa especie de, de geografía, de ultratumba y en ese en ese recorrido a veces se tiene que ir ayudando de otra serie de personajes. Entonces, claro, ya no se va a matar a la gente como, como ocurre en esta época, porque claro, esto es un coste brutal, ¿no? Cargarte a 500 personas encima en, en esa edad, ¿no? En lo mejor de su vida prácticamente, pues claro, tiene un coste social enorme, por mucho que tenga un coste con un valor simbólico, y entonces lo que se hace es que se va a sustituir a estos ayudantes eh, en el más allá por figuritas que son los susceptis Son estas figuras que, bueno, aparecen muchísimo en los ajuares funerarios, que son eh, pues como pequeños eh, humanos eh, hechos en, en cerámica o tallados en otros materiales y que se considera que deberían tener como adquirir como una serie de capacidades mágicas y de, y de vida, se convertiría en una especie de doble eh, mágico en el más allá y que son los que acompañan para que vayan ayudando a la, al difunto a conquistar la, la inmortalidad. No todo ese mágico maravilloso en el mundo del Antiguo Egipto, también hicieron estas burradas que nos está contando Juan José Cezoro, también practicaron la ritualidad, la muerte ritual, el sacrificio humano en el Antiguo Egipto. Como también tenemos que contarle informaciones muy poquito tiempo después del Imperio Romano de Roma, cuéntanos. Pues hay una, hay un, había una de los de los, eh, de las prácticas religiosas que se hacían en Roma que, que no solamente es que resulten de lo más intrigante sino que también intrigaba mucho a los contemporáneos porque se, se hacía y no se sabía muy bien eh, de dónde procedía simplemente se mantenía porque era algo mm, a, ancestral ¿no? y es eh, una. había cerca de Roma, al sur de Roma, unos 25 kilómetros hay un, un lago que además es muy conocido porque te, está dentro de un cráter Volcánico, es el lago Nemi y allí, bueno, este es un lago que ya desde, desde los eh, albores de Roma ya todo, empezó a adquirir una serie de connotaciones eh, sagradas muy importantes bueno, pues justo aquí en este lago había un santuario dedicado a Diana, pero sobre todo ese santuario se había hecho porque había un bosque que se consideraba igualmente sagrado y como Diana tenía mucha relación con el, con los bosques pues ahí se, se creó también este santuario lo interesante del asunto y lo, y lo extraño es que allí habitaba un sacerdote prácticamente en soledad, como si fuera una especie de ermitaño, uh -huh. que era el que regentaba este santuario. Bueno, la única manera que alguien tenía para convertirse en sacerdote de este santuario era matando al sacerdote que estaba vivo. Solamente podía haber uno, pero la única manera de, de establecer esa sucesión era mm, asesinándolo. Y no, pues, le, y, no, y no le justiciaban. No, no, no, no, era un duelo privado entre estas dos personas cualquiera Vamos a ver, cualquiera eh, Las fuentes son un poco confusas Pero lo que hablan es que el único que podía ser aspirante a sustituir a este sacerdote Era un esclavo que se hubiera fugado Entonces, el esclavo fugado Lo que hacía es que iba al bosque sagrado A este bosque sagrado de Diana En el lago Nemi Y tenía que eh, ir a un árbol especial Que era el, el árbol más sagrado aún que había ahí Era un roble Y coger una rama Eh, la rama se supone que debía ser una rama de muérdago, y con esa rama ya se convertía automáticamente en aspirante para desafiar al sacerdote y matarlo. Hay otras crónicas, dentro de, de estos autores clásicos, que dicen que, claro, el, el sacerdote estaba. El, que, que el sacerdote que estaba vigente ahí, digamos, estaba eh, continuamente en paranoiado, porque en cualquier claro, momento le podían matar, ¿no? Entonces, tú imagínate lo que es la vida de esta persona constantemente pensando que en cualquier momento pues le pueden le pueden atacar, ¿no? Entonces, eh, resulta que, que esto en principio era así, la, el ritual era de este tipo, se sabe que se mantuvo durante muchísimo tiempo, eh, incluso hay una anécdota que cuentan, lo que pasa que esto es muy poco fiable porque corresponde a la época del emperador Calígula, y Calígula es un... Un emperador, pues bueno, que está rodeado de muchísimas leyendas, ¿no? Y no todo está muy muy claro. Pero se comenta que eh, Calígula, como uno de sus caprichos, se dio cuenta de que el sacerdote del lago Emi. Eh, del lago Nemi estaba. llevaba como mucho tiempo vivo, sin que nadie lo hubiera desafiado. Entonces, mandó a alguien para que lo desafiara. No se sabe realmente qué es lo que sucedió, pero sí que parece que mandó a una persona, pues, bastante. Eh, fuerte, ¿no? Para Fornida, para que pudiera realmente ganar el combate. Y el, y el sentido simbólico de esto. No está tampoco nada claro, no se sabe muy bien eh, cuál es. Se piensa que seguramente esto tenga que ver con eh, antiguos rituales que había para acceder a la jefatura de una determinada comunidad, que posiblemente también ocurría en el mundo antiguo en Roma. Porque eh, se piensa que no siempre eh, la, la jefatura de, una, de un grupo se obtenía simplemente de manera vitalicia hasta que, que te morías, sino que se sabe que también por otros grupos, eh, por otras comunidades, que lo que ocurre es que se produce un desafío. Es decir, en la medida en que el jefe pueda demostrar que sigue siendo fuerte, que tiene gozo de buena salud, que gozo de temperamento, que, que, bueno, que es ágil, es decir, que, que está perfectamente, eh, mientras esté en esas condiciones, pues puede seguir regentando el cargo. Pero en el momento en el que alguien lo desafía y empieza a demostrar debilidad, pues entonces eh, muere no Y entonces parece que un poco reproduce esta, esta idea, esta manera de suceder el, el, el, los cambios políticos dentro de las comunidades, es lo que recrearía, de, dentro del punto de vista religioso, Este, este santuario, ¿no? Me recuerda pero recuerda digo... un poco a las manadas, ¿no? También entre los animales, que está de rey. el eh, Para creo en ese momento los animales no están solos, sino que lo que tienen es un determinado grupo de hembras, ¿no? Que es lo que está ahí intentando el proteger su territorio y con las hembras. Y le desafía a un joven para coger y decir, si tú ya no puedes estar defendiendo esta zona, pues soy yo ahora el rey, ¿no? Esto es algo parecido, aunque diferente. No, no, no, pero, pero es, es está bien, bien comparado, ¿sabes? Porque realmente es un poco la idea un poco de lo del macho alfa, ¿no? que es un poco lo que estás comentando. Pero es así, es decir, el jefe no solamente eh, el jefe en, en esos momentos está muy ligado también a la condición física que tiene. Y no, no tanto, digamos, todavía no se ha creado todo un gran aparato simbólico, como luego va a ocurrir conforme se vayan complicando las sociedades. Entonces, depende mucho que el jefe realmente tenga, eh, inspire, ¿no? Irradie esa fortaleza física y no lo veas como alguien eh, débil, porque en el momento en el que lo ves alguien algo débil, necesitas también, por el bien de la comunidad, tener un jefe que sea fuerte. Entonces, cuando surgen los desafíos y de, de esa forma tú garantizas que siempre en el trono o en el, o en el cargo esté alguien que realmente tenga todas esas, eh, todos esos atributos que garantizan también, como digo, el bien de, del grupo, ¿no? Entonces parece que iría por ahí, una de las posibles explicaciones, yo digo que también los propios eh, romanos a veces escandalizaban un poco de esta práctica porque en contra de lo que parece ellos repudiaban mucho de los sacrificios humanos, bien es cierto que los repudiaban en otras culturas, ¿no? en, en los bárbaros como ellos los denominaban, ¿no? O en los celtas, y en este caso ¿no? también lo veían, y en los celtas también claro, eh, Esas... porque a acusaban a los celtas en de hacer lo que ellos hacían Sí, claro, ellos, eh, una de las cosas que hacen, por ejemplo, eh, a los celtas les van a acusar mucho de, de practicar lo que denominan también el, el prender a un hombre, eh, eh, de, hacían una especie de, de grandes hombres de paja, donde dentro metían, a decían, ¿no? los celtas de, metían a los a los prisioneros y luego lo prendían fuego. ¿no? Entonces, esta era una práctica que consideraban los romanos que era de suma crueldad, aunque luego ellos también hacían, los romanos hacían la crucifixión, tenían los juegos de gladiadores, es decir... A ver, también, fijaros que también aquí un poco en España, bueno y en el resto de, de Occidente ocurría lo mismo, cuando se va a América se considera que los sacrificios humanos son una barbaridad, pero aquí se quemaba a la gente viva Exacto. por sus creencias, normalmente ¿no? se ve en, en el otro el mal eh, de lo mismo que hace uno con pero que lo eh lo blanquea de determinadas formas. Sí, porque, porque, claro, lo, lo vemos, eh, ese pero bueno, ocurre con muchísimas cosas, ¿no? Pero es verdad que, claro, si nosotros lo tenemos encajado desde nuestra cultura y le damos un determinado significado, lo normalizamos. Mm. Pero cuando lo vemos desde fuera y no entendemos ese código de ideas que está asociado a la otra cultura, pues es cuando nos produce repulsa ¿no? y rechazo. Pero sí, y luego otra práctica que tenían también los celtas, que es también de lo más intrigante, otra muerte ritual, muy polémica, porque también las fuentes aquí son muy confusas, es lo que se denomina la, la muerte triple o la triple muerte celta. Y es una práctica que mmm, se recogen en determinadas fuentes, de nuevo hablamos de fuentes eh, romanas, de fuentes latinas, y luego también en el mundo medieval eh, de los países de, del norte y de los países con más tradición celta parece que, que está ahí recogida, pero es la idea de que eh, se producía una. como un triple asesinato, aunque obviamente seguramente ya la primera vez ya te habías cargado al individuo, Pero lo que se les practicaba era. Eh, tenías que coger y. Bueno, aquí también varió un poco el, el asunto, ¿no? Pero se habla de que lo que tenías que hacer era. Eh, ahogarlo, estrangularlo y eh, er debollarlo. Prácticamente se eran las tres. Lo que lo hacía sobre el mismo sujeto. Joder, iris. Eh, lo que no está muy. Sí. Eh, digo que Jolín eh, que lo que hacían a uno eh, asegurarse la muerte en cierto modo no eh, porque esta muerte celta se conseguiría la muerte con una pero se hacía tres veces por si acaso si, sí, la cuestión está por eso por qué se hacía tres veces entonces aquí eh, no está muy claro parece que algunos dicen que se hacía porque seguramente eh, era una especie como de triple sacrificio a tres dioses distintos o que también eh, aquí hay una lectura también que se hace un poco de cómo eran esas sociedades indoeuropeas se dice que bueno, las sociedades indioeuropeas, según determinados autores tenían tres funciones, o se dividían en tres funciones una que era la, la autoridad político-religiosa, otra que era la, la violencia, la, la guerra y otra que era la, la productividad ¿no? bueno, pues cada una de estas muertes trataría un poco también de eh, a, eh, a, aludir a estas tres funciones a estas tres funciones de la sociedad primitiva entonces, claro, a partir de esto que nos hablan fuentes muy lacónicas por ejemplo, hay un texto de, de Lucano que es eh, Farsalia que lo que hace es hablar de la conquista de la guerra de las Galias por César, ahí se habla de, esta, de este sacrificio triple, y luego también una fuente posterior que comenta este libro de Farsalia, este, este texto de esta obra de Farsalia, que añade y que habla precisamente de eso, de, de cómo determinadas personas eran sacrificadas por el fuego, por el ahogamiento, o también eh, hiriéndolas o colgándolas de, de determinados árboles. ¿de? Pero ya no solo libros, sino que también se, se han hallado pruebas arqueológicas de que esto existía. Claro, ahí es donde está, lo que se ha buscado es, bueno, hay algún respaldo arqueológico de esto, y entonces ahí se ha acudido a los, eh, los famosos cuerpos o los cadáveres o las momias de los pantanos, ¿no? que son eh, una dentro de lo que es, digamos la Europa húmeda, eh, en esos pantanos y en esas turberas que, que existen por allí, pues han aparecido cadáveres muy antiguos, de hecho se habla de en torno a unos 1800 cuerpos que han aparecido en diferentes pantanos de, de Irlanda, de Gran Bretaña, de Holanda, de Alemania y de Dinamarca. Eh, estos estos pantanos lo que tienen es que mm, eh, eliminan el oxígeno por la propia turba que tienen, entonces hace que cuando caiga un cadáver digamos que se momifica de manera natural, y entonces es posible incluso que se puedan hacer análisis minuciosos de forenses y prácticamente, de hecho, uno que se descubrió en los, en el año 1950 se pensaba que era un asesinato que había ocurrido en el siglo veinte. y se llamó a la policía sí. para para ver qué es lo que había ocurrido, y luego se comprobó que no, que tenía casi 2.000 años de antigüedad. ¿no? Entonces, estos cadáveres sí que parece que muestran, en algunos casos, síntomas de que han sido al mismo tiempo eh, asfixiados, degollados, eh, incluso, pues eh, como digo, luego ahogados en el, en el agua. ¿no? Entonces, mmm, eh, parece que podrían responder a ese sentido ritual, también porque los pantanos, en el mundo que, no, que hablamos, en el mundo celta, son como puertas al otro lado entonces sería una manera también de completar el ritual con esta triple muerte oye, perdona, eh, Juanjo, eh, para finalizar ¿hay alguna evidencia que esto llegara a pasar en España? pues hay un trabajo muy interesante de, de un autor que es eh, Martín Alma, eh, Almagro Gorbea que él dice que realmente hay una especie de, de vestigio muy legendario en una leyenda de una santa española que tiene su propio santuario en la provincia de Orense que es Santa Marina de Aguas Santas. este santuario Recrea la vida de esta mujer que fue martirizada Y este autor piensa que la forma en la que esta mujer fue martirizada Porque eh, se le decapitó también eh, la cabeza Acabó ahogada, acabó también eh, eh, bueno, desangrada, colgada ¿no? Pues todas esas prácticas recordarían ese triple, eh, esa triple muerte celta Y como estamos en ese contexto del norte de España Donde también parece que pudo mantenerse mejor esta memoria ancestral del mundo celta Pues él considera que seguramente ahí podríamos estar ante un ejemplo hispano de esta práctica La muerte ritual, no sé si sacrificios, y si suicidios y si todo junto con Juanjo Sánchez Oro, la muerte ritual en el círculo secreto. Juanjo, muchas gracias. Hasta muchas mañana. gracias a vosotros. ponemos al tanto de todo lo que está ocurriendo y después continuamos en la Rosa de los Vientos hoy hasta las 4 de la madrugada. La Rosa de los Vientos hoy hasta las 4 de la madrugada. Un fin de semana con horario extendido. Este sábado estamos hoy entre las 12 y las 4 de la madrugada. Mañana estaremos entre la 1 y media y las 5 de la madrugada. En Onda Cero, La Rosa de los Vientos con Bruno Cardeñosa. Continuamos en La Rosa de los Vientos hoy hasta las 4 de la madrugada. Os recordamos que el programa de hoy es entre 12 y 4 de la madrugada, el de mañana entre 1 y media. ...y cinco de la madrugada. Y mañana os vamos a comentar aquí en La Rosa de los Vientos... ...os vamos a desvelar el origen, la causa de todos los mitos... ...de todas las conspiraciones. Os vamos a contar absolutamente todo sobre las cosas que algunos creen y divulgan... ...sobre la pandemia, sobre Rockefeller, sobre Soros, sobre Bill Gates... ...sobre muchas cosas sobre las vacunas. Vamos a contar lo que se sabe y lo que no se sabe sobre el asunto, pero sobre todo vamos a intentar quitar la irracionalidad en algunas cosas que existe. No hay absolutamente nada demostrado y creo que eso es muy importante en el mundo del periodismo y de la comunicación, sobre todo en un asunto tan delicado como este. Y esta hora del programa vamos a tener dentro de unos instantes vamos a conocer algo más En mundo bizarro sobre el mundo subterráneo y vamos a, también a irnos a Chile a conocer y vamos a comentar eh, diversas cosas que tienen que ver con el fenómeno Afri y la investigación con un investigador, con un estudioso de aquel país, con Cristian Rifo. Pero antes, el concurso, personaje oculto de esta noche. La rosa de los vientos, con Bruno Cardeñosa. Y esas eh, pistas nos dicen... Pues a ver, vamos a escuchar y vamos a recordar un poquito a nuestros oyentes las pistas del concurso de hoy. Tenemos a uno de los pintores del Renacimiento con más éxito, que además tuvo muchos discípulos que aprendieron de él, y, y una enfermedad que al final pues, se le llevó precipitadamente, se lo llevó, se puso muy enfermo y murió. Y aquí va la tercera pista. ¿Quién puede ser si sus biógrafos apuntan que le encantaba escaparse de noche para realizar sus encuentros amorosos? Por lo visto, salía día sí, día también, se lo pasaba fenomenal. Las opciones que tenemos son Tiziano, Leonardo o Rafaelo. ¿Quién era el que se iba a hurtadillas de noche para pasarlo fenomenal con sus amores? Tiziano, Leonardo o Rafaelo. Ya sabéis que podéis escribir a rosa.vientos, arrobaonda0.es si lo hacéis en nuestro correo o en Twitter. Almohadilla, rosa. Vientos. Mucha suerte a todos y entre todos los que acertéis, uno será el suertudo y el que recibirá el regalo del programa. Las dos y nueve minutos continuamos el mundo bizarro no está en la superficie el mundo bizarro está bajo tierra está yendo al centro de la tierra y es que lo que hay en la superficie está muy lejos, muy alejado de la normalidad Y ese viaje al centro de la tierra, al mundo subterráneo, lo hemos encontrado en un reportaje de eldiario.es y su autor está con nosotros, es Carlos H. de Frutos. ¿Eh, Carlos, muy buenos ¿qué tal? Hola, muy buenas noches. Buenas noches. Bueno, es una historia verdaderamente apasionante. La historia de un personaje, primero vamos a conocerlo un poquito, eh, porque creo que merece la pena conocer al protagonista de esta historia, al viajero que no se va a lejanos mundos, o, o no se va a lejanos mundos como entendemos esos lejanos mundos, sino que busca bajo tierra. Pero, ¿quién es eh, este personaje? ¿Quién es eh, William Hood? Bueno, pues Hunt es un es un profesor de la Universidad de Colombia que él pasó su infancia en Providence, en Rhode Island, y, y bueno, él en el libro que desde, desde muy joven, desde que tenía 16 años, se vio profundamente atraído por el subsuelo, él se bajaba a las catacumbas, por así decirlo, de, de su propia ciudad, y de repente un día descubrió, mirando un poco el mapa del subsuelo de, de la propia Providence, que en esos mundos subterráneos donde él había pasado la tarde descubriendo las alcantarillas y esos túneles tan angostos por donde había pasado siendo es un niño, pues descubrió que había pasado por justo debajo de su habitación, que era como el lugar más familiar de, de, de su vida por, por entonces, el más cercano y el que se sentía más a salvo en su intimidad, y estaba apenas unos metros de, de esas, de esas alcantarillas. Entonces, a partir de entonces, el bueno luego se pasó ya a Nueva York, Eh, y allí ya se dio totalmente abocado y obsesionado por el, por el subsuelo de Nueva York y por el metro de Nueva York. Y de ahí ya a, a viajar por el mundo. Y parte de esos viajes por el mundo se los cuenta en este libro subterráneo. Este libro, ahora hablamos sobre él, sobre esos viajes, sobre esos destinos que están bajo tierra. Una guía de viajes bajo tierra sería estupendo. Hemos encontrado, insistimos, este reportaje tuyo en el diario.es. También eres autor de reportajes muy interesantes en la revista Contexto, en CTXT. El mundo está tan complicado. Está tan extraño, está tan bizarro que es mejor irse a, a Bajo Tierra para encontrar la normalidad, ¿no? Sí, sí, de hecho es lo que, bueno, tuve la oportunidad de entrevistarle en la presentación del libro que fue aquí en Madrid, en, en la escuela de Minas de la Universidad Politécnica y era un poco la idea que él me contaba y, y que él quería expresar con este libro que, como te digo es un, poco, es un libro de apenas 300 páginas pero que recoge toda su experiencia vital con esta inquietud que tiene con el subsuelo y lo que me intentaba transmitir era eso, que no eran los exploradores urbanos como se hacen llamar, no eran unos frikis, ni eran unos sí. extravagantes, simplemente eh, son gente a la que, a, a las que no le vale la superficie, y que, que intentan saber un poco de esa, de esa normalidad que nosotros entendemos entre comillas por, por en la superficie y descubrir lo que hay debajo de ella porque hay muchísimos tesoros como él llamaba, hay muchísimos Muchísimos misterios eh, muy cercanos a nosotros y que a veces están tan lejos. Eh. Entonces él invita un poco eso, a salir de lo que él llama en un concepto de yo es muy acertado y me parece muy curioso que es el chaminismo de la superficie. Y, y él me animaba. Desde, o sea Me parecía muy curioso que él durante la entrevista acabamos bueno, tuvimos una charla muy muy extensa y, y me acababa diciendo, bájate algún día a, a la alcantarilla que tengas más cercana en tu ciudad y descubre o a un túnel y descubre Qué es lo que hay debajo de, de, los, de, de, de, esa, de esas calles por donde, por donde siempre pase, eh, pasea. Bueno, la verdad es que has dicho que hizo la presentación en la en la Escuela de Minas, ¿no? Y es que es muy apropiado, porque muchos sí. de los sitios que él pues ha tenido el privilegio de explorar tiene que ver con esas canteras, con esas minas, ¿no? Como, por ejemplo, en las catacumbas de París. Sí. Sí, sí, él, bueno, es un poco la carta de presentación del libro, está, es el primer capítulo y yo creo que está elegido de forma muy acertada porque es un capítulo que realmente te atrapa totalmente, porque porque es, es apasionante, el mundo de las católogas de París realmente es, es impresionante. Él viajó desde, ya te digo, se costó todo el océano, viajó desde Nueva York para su primera experiencia en este tipo de viajes que fue en París Y, ...y bueno, se metió a fondo ese techo París de techo cruzó París de una esquina a otra... ...por los más de 300 kilómetros de galerías subterráneas que tiene la ciudad... ...y de forma ilegal, de hecho, porque ahora abiertos al público solamente hay 800 metros... ...que se pueden visitar para los turistas de todo el mundo... ...pero luego la gente, estos exploradores urbanos que quieren ir un paso más allá... ...pues lo que hacen es meterse por, por esas arterias de, del subsuelo parisino donde además es muy curioso porque él coincidió y estuvo conviviendo durante varios días, porque él estuvo eh, prácticamente una semana recorriendo todas estas galerías subterráneas. Y allí coincidió con una tribu urbana de exploradores urbanos que se llaman los Catafil, que por cierto también hay un reportaje en la revista Vice muy interesante acerca de ellos, que son grupos que se dedican a vivir prácticamente debajo de la tierra y organizan exposiciones, rentan fiestas, conciertos, eh, incluso hay una, una sala de cine con un proyector, ahí de todo, una biblioteca, incluso una de las fotos con las que ilustra el reportaje es la biblioteca que hay abajo y, y es un destino que atrae a, a exploradores de todo el mundo que eh, se jugan un poco incluso el tipo porque nos cuentan en el libro que, que incluso se perdió con el grupo de compañeros estadounidenses que iba se perdieron y estuvieron a punto de no encontrar la salida. Finalmente cuenta que un poco así, a modo de, no sé si recordar las películas de, de Indiana Jones, que sale así de la alcantarilla y aparece en una plaza en Venecia, lo recordar, pues él lo hizo prácticamente lo mismo. que sale por una alcantarilla y salieron a una plaza donde había una terraza con gente. Entonces, que, no es, Digamos que no es un turismo apto para todos los públicos, es que pero bueno. él lo contaba con una pasión y lo cuenta en el libro con una pasión. Que es Fíjate es que el glamour de París, pensamos que está en la superficie, no, pero el verdadero glamour, lo verdaderamente interesante o algo muy interesante se encuentra ahí, bajo tierra. 300 sí. kilómetros de galerías. Es que lo que hay bajo tierra en París es más grande casi que el propio París. Sí, sí. De hecho, es, es muy curioso. En el libro él cuenta un poco cuál es la historia de esas catacumbas. que Bueno, por resumir así un poco rápido lo que lo que se abrieron en su día ya por el siglo XVIII porque el cementerio de los antesinocentes que era por entonces el mayor cementerio de la ciudad estaba completamente desbordado de cadáveres y de cuerpos que ya no entraban y para evitar un poco... Eh, las enfermedades que se podía producir las autoridades de la ciudad abrieron lo que pues, entonces eran las antiguas canteras subterráneas que estaban por debajo de la ciudad y la convirtieron en un cementerio porque metieron allí todos los huesos, todos los, los cadáveres, de hecho las paredes están cubiertas con tibias, con eh, calaveras, férmures y demás, y allí quedaron totalmente encerradas al margen de la superficie hasta mil ochocientos donde fue, cuando fue un bueno un showman de la época, un artista ecléctico de la aristocracia parisina que se llamaba Nadar, uno de los pioneros de la fotografía, quien sí. con su cámara, una cámara muy primitiva, eh, estamos hablando ya te digo del siglo XIX, bajó a estas catacumbas y recuperó ese espacio mediante sus fotografías, porque empezó a fotografiarlas Eh, y esas fotografías eh, las sacó a las superficies se pusieron en la exposición universal de ese mismo año de sesenta y lo que dices tú realmente se convirtió en una parte eh, privilegiada de la ciudad porque la gente en cuanto vio el mundo que se estaba mostrando y que se estaba descubriendo Nadar eh, sobre todo la parte de la aristocracia parisina, la alta burguesía parisina ...se vio totalmente atraída... ...y se convirtió en el lugar de moda... Realmente. ...claro, claro... ...fíjate que, que Nadar... Eh, ...llama la atención... ¿no? ...que es uno de los pioneros... ...en el mundo del viaje en globo... ...el viaje por las alturas... Eh, ...pero también es uno de los pioneros... ...en conocer lo que hay bajo tierra... Eh, ...es eh, curiosísimo... ...la figura de Nadar... ...bueno, un día hay que hacer todo... ...un eh, reportaje... ...hay que contar sí. eh, mucho sobre este personaje... ...que es uno de los grandes... Eh, ...hombres eh, lúcidos... Eh, ...personas lúcidas... en ...del siglo XIX... ...desde luego que sí... Este viaje en busca del inframundo, en busca del centro de la Tierra, podemos decirlo así, eh, también sigue en Australia, ¿no? En unas cuevas eh, llamativísimas. Sí, luego con los años también consiguió ir a Australia, que era uno de sus sueños, según me contaba, porque porque ahí es donde está el material que un poco en eh, nuestros ancestros utilizaron para. Una cosa que a él le interesa mucho que es la espiritualidad del, del subsuelo, ese, ese, vínculo, ese puente entre el más allá, entre el mundo físico y mentafísico, esa creencia en una vida más allá de la muerte, eh, los aborígenes australianos lo, lo, simbolizaban y lo encontraban un, un material que reunía todos esos conceptos que era el ocre. Entonces, él se fue a, a Australia Occidental, a una región que se llama Will Ranch, y encontró una mina que es la mayor mina de, okre, de origen del país y la explotación minera más antigua del mundo que data no desde hace 30.000 años que se llama Wigimia y allí él pudo puedo pues encontrar ese esa, esa vertiente de la minería que no tiene tanto que ver con cómo la entendemos ahora de su minería industrial que simplemente sirve para, para extraer los, los metales o los, o los o las piedras preciosas de las profundidades sino que allí tenía un bueno pues un ...con un carácter espiritual, casi de ceremonia... ...y pudo además, una cosa que, que él le que él agradecía mucho... Eh, ...visitarlas con, con una de las familias, de las pocas familias... ...de las tribus nativas que hay allí, aborígenes... ...que se llamaba Luis Guajari... Eh, ...y que mantenían su propia cueva... ...porque muchas veces eh, las familias eh, aborígenes... ...habían perdido esas cuevas... en, ...porque las habían vendido a grandes multinacionales... ...que las mantuvieron... Y él pudo visitar esa cueva con de la mano de, de las propias familias que eran propietarias. ¿Y, y esas eh, cuevas tienen algún tipo de protección del gobierno? Porque una de las pocas cosas que hicieron en Australia, que con lo mal que trataron a los aborígenes, es al cabo de muchísimo tiempo eh, tener ese, esa protección ¿no? de la zona, darle su terreno, que fueran propietarios. ¿Tú sabes si les dan algún tipo de ayuda para proteger y conservar esas cuevas? Pues no sé si reciban alguna ayuda gubernamental, pero en principio el según me contó esta Wilkimía, esta cueva, era la única que, que, no había sido explotada de una forma industrial. Porque bueno, me contaba que a mediados de los del siglo XX, eh, muchas de estas, de estas minas fueron abandonadas por una población aborigen que, que fue muy golpeada en esa época, y fueron diezmadas por la pobreza, por las enfermedades, por el alcoholismo incluso entonces eh pues vendieron estas minas a las a las grandes industrias mineras y, y se perdieron muchas de ellas entonces eh, no sé si reciben algún tipo de, de ayuda por parte del gobierno australiano pero desde luego es, son reliquias ahora mismo porque son de las pocas que quedan es esta que pudo ir él de mano de esta familia de esta familia nativa y por tanto supongo que sí que tiene una protección especial porque son más típicos personas. Vamos a continuar este viaje en busca del centro de la tierra en este mundo subterráneo, este viaje que realizó esta persona y que has contado en este reportaje, una ciudad subterránea, un lugar subterráneo importantísimo se encuentra en Turquía, es la Capadocia. Sí, este, estas ciudades subterráneas tienen, son también... Eh, una parte importante de, de, de la forma en la que tiene el ser humano de entender de entender las profundidades y el subsuelo, porque en este caso lo que es llamativo es que, que no son eh, espacios que hayan sido encontrados por el hombre, como pueden ser cuevas o, o diferentes eh, accidentes geográficos que, que bueno que nos hemos encontrado, de hecho, sino que estas son cuevas que, que han sido construidas, han sido representar esa tendencia a adentrarse más allá de los límites de la superficie de, de, de, de las distintas civilizaciones porque además estas eh, ciudades subterráneas de la Capadocia eh, han pasado por, por distintas civilizaciones, me he contado desde los primeros cristianos del siglo III, del siglo IV después de Cristo, hasta en que es una civilización persa, otomana, todas las civilizaciones que iban pasando por ahí, eh, la utilizaban a modo defensivo, de hecho, a modo de de pues eso, de, de refugio Él los llamaba, de hecho, castillos invertidos, y es que, viendo las, las ilustraciones y las fotografías que hay en el libro, es que es real, son verdaderos castillos invertidos, con algunas llegan a tener hasta 18 niveles. Claro, es que eso y... parece casi, Carlos, un rascacielos al revés, ¿no? para abajo. Sí sí. sí, sí, sí, él la llamaba castillos un poco por esta vertiente defensiva que tenía. Pero es que eso, estamos hablando de 18 niveles, son, pues sí, auténticos rascacielos, como dices tú. Hacia, hacia abajo, de hecho hay a veces. O, o rascasótanos eh, en este caso, sí. <risa> Efectivamente. Y de hecho en algunas ocasiones eh, ha habido derrumbes eh, de, de parte de, de, de las paredes de estos de estas construcciones y hay algunas de ellas que debido a estos derrumbes se ve una sección transversal y es pues es como un hormiguero, son pues imagínate 18 niveles que quedan descubiertos, es, son impresionantes las imágenes que, que él me hizo llegar. Uno de los sitios, yo creo que el mundo subterráneo, la parte del mundo subterráneo más llamativa del mundo, es una de las grandes obras de los últimos decenios, del último siglo, de hace casi o un poquito más de un siglo. El metro de Nueva York, los canales del metro de Nueva York, los carriles son inmensos, son cientos de kilómetros, y ese es uno de los lugares que aparece en esta exploración que se ha hecho del mundo subterráneo. Yo creo que es la ciudad subterránea más interesante pues del siglo XX. ¿no? Sí, y de hecho fue un poco el, eh, lo que le, el, el espacio que, que hizo que le picara el gusanillo y de hecho donde se desvirgó por así de alguna forma como como explorador urbano porque, porque él se fue a estudiar a Nueva York Eh, antropología, que es lo que, es lo que, a lo que se dedica, es lo que estudió, y, y allí eh, pues se cuenta en el libro como eh, incluso cuando volvía ya de la universidad o volvía de noche eh, tenía que coger el metro para volver, para regresar a su casa, eh, estaba en Andén, y es que decía que no podía evitar la tentación de adentrarse en el túnel, algo que a nosotros me imagino que a todos nos daría muchísimo ya respeto, muchísimo miedo, pues él decía que sentía como una llamada de, de las profundidades de los túneles de, de Nueva York Y y él se metía y se pasaba toda la noche hasta la amanecer, algunas veces decía que salía y ya era de día y tenía que volver a vez a la universidad y pasaba la noche en vela recorriendo esos espacios y y realmente es, es un mundo es un mundo que que a él le atrajo de una forma que que le llevó a todo el mundo a, a viajar por todo el mundo buscando esa misma sensación, esa adrenalina de sentirse. Eh, debajo de toda la, de la sociedad por así decirlo y, ¿Sí? y allí de nuevo un artista logró también plasmar su, su arte no por, igual que antes mm. comentabas en las en las eh, cuevas eh, de París en las catacumbas de París aquí también un artista neoyorquino intentó mm. plasmar todo lo que quería tener eh, o, o quería comunicar de su interior sí, aquí en estos en viajes nocturnos por, por, los, eh, por sí. los túneles del metro de Nueva York él eh, descubrió una historia que persiguió durante años y que él ha perseguido durante toda su vida, que es un grafitero que se llamaba Rex, que, bueno, Rex es un, el alias de, de un artista urbano que, que bueno, que él empezó a la superficie pintando como cualquier grafitero de los años finales de los 80, principios de los 90 en Nueva York, que es cuando este arte urbano comenzó a despuntar. Y, y bueno, lo, una cosa... Bueno, él prácticamente dejó de pintar en la superficie por, por temas policiales y tal, porque estaba muy perseguido, y, y empezó a echar su suelo. Y una cosa que llamó mucho la atención a Will Hunt, el autor de, de Subterráneo, durante sus eh, durante sus andadas por estos túneles, es que él empezaba a ver estas firmas de Rebs, pero acompañadas de, de unos pequeños textos en los que Rebs, el propio Rebs, contaba su vida. Y poco a poco fue hilando cabos y lo que encontró... Fue un diario personal que durante seis años este artista había desperdigado por todos los túneles del metro de Nueva York. Eh, en total fueron 235 páginas que empezó en 1995 y acabó en el año 2001 y en las cuales eh, pues este artista eh, en vez de los tradicionales grafitis lo que iba contando era pues eso, pasajes de su vida, experiencias personales, eh, vivencias o reflexiones que él simplemente tenía y que en pequeños parrafitos iba dejando ...por la, por el subsuelo de Nueva York... ...a la espera de que alguien los encontrara... ...que pues evidentemente no... ...no mucha gente se atrevía a llegar hasta ahí... ...y, y bueno, él le estuvo presidiendo durante años... ...y de hecho me contó en... ...una cosa que no sale en el libro... ...pero que él me contó en la entrevista que tuve con él... ...es que finalmente le, le pudo encontrar a través de un amigo... ...consiguió eh, cenar un día con él... ...pero bueno, él es muy de muestra de su intimidad... ...y no consiguió sacarle de nada... ...o sea, simplemente... Sí, bueno. Le reconoció que había sido él el que había estado impregnando el metro de Nueva York con su historia durante todos esos años, pero pero bueno, no, no, no pudo ir más allá. Pero bueno, él, él, él sintió como una victoria personal poder haber contado su, a su que lo que era, que era Rex. La historia del metro de Nueva York es solo comparable en lo que cuenta en el libro, en estos viajes que ha hecho en busca del mundo subterráneo, en busca de ese mundo aparentemente bizarro, lo que se encontró que fue mucho en el Pirineo francés, eh, la frontera entre España y Francia, esas eh, montañas, eh, bueno, pues lo que había abajo lo exploró. Sí, en el Pirineo francés es, eh, bueno, la última de las grandes historias que cuenta él, Y allí lo que encuentra es otra expresión artística, son unos bisontes de arcilla, que, que bueno, eh, realmente es una de las obras más espectaculares y desconocidas del arte magladeriense, porque porque es una cueva muy inaccesible. Es, eh, él la denomina como la cueva decorada más inaccesible de Europa, tiene 14.000 años de historia, eh, y como bien dice está en el tiranía francés. Eh, la cueva se llama Le Lecture Auffer, y, y es tan inaccesible porque es una cueva privada, es una cueva que que descubrieron en el año 1912 tres hermanos adolescentes que se llamaban Luis Max y Jacques Bugón y que paseando en un paseo con su barca por el río Volk, de repente esto, encontraron esto, encontraron una cueva que tenía arte prehistórico y que, y que jamás había sido descubierta y de repente pues eso, tres adolescentes se vieron se con, esta, con esta maravilla y desde entonces es una cueva privada a día de hoy Él tuvo la suerte de poder entrar porque Robert, que es el, el hijo de Luis, eh, es un hombre ya mayor, tiene casi 70 años, y su misión principal es eh, mantener y conservar esta cueva, pero él también es muy celoso de la gente que entra, apenas eh, una docena de personas pueden visitarla cada año. Y Han tuvo la suerte de, de contactar con él, contarle cuál era su proyecto, cómo había estado viajando por el, todo el mundo, descubriendo los tesoros que había en, el, en su suelo... Y, y bueno, le permitió, le acompañó y, le, y pudo ver estos visontes de artilla que, que también recomiendo a la gente que, que si puede encontrar el artículo que estoy para el diario.es y ver la fotografía que él envió del, de, de la obra de estos visontes, la verdad es que es impresionante. ¿Y no te... Es realmente increíble que hayan aguantado 14.000 años eh, bajo tierra. Y no te comentó nada, Carlos, eh, Wilhelm, de, de algo de España, con la cantidad de tesoros subterráneos que hay también en nuestro país. ¿Te ha hecho algún guiño sobre ello o no? Pues me dijo que, que él quería, que tenía muchas ganas de, de venir a, a explorar el suelo, pero que todavía no había podido. Pero, pero no me contó nada en concreto, pero sí que es cierto que él estuvo hablando con un, con un chico de unos 18, 19 años que viene una presentación y que luego él me pasó su Instagram y, y bueno, él era un explorador urbano, él vivía en Madrid y, y él era un explorador urbano como, como Wilhelm y lo que él se dedicaba era a explorar eh, pues todos los túneles del metro de Madrid, eh, casas abandonadas... Eh, toda la alcantarillado, es decir, era un, un explorador urbano, igual que, que Will, pero que él simplemente se aventuraba en el, en el, en el subsuelo de Madrid y tenía unas historias y tiene unas fotografías en su Instagram, eh, que ahora mismo no recuerdo, pero pero también tenemos subsuelo explorable en Madrid y hay gente que lo hace y aunque nosotros no lo veamos y parece algo muy underground, eh, pues sucede. Pero eh, nada, en eh, es no que es muy underground, pero no quiere decir que no sea muy interesante efectivamente, efectivamente, de hecho bueno tiene muchísimos seguidores en Instagram, este chico que, que os comento y, y bueno, estaba encantado de que Will Hando hubiera venido a España a presentarlo porque era uno de sus máximos referentes El mundo está también en Bajo Tierra lo cuenta en este reportaje en este escrito Carlos H. de Frutos que, que ha estado esta noche con nosotros en La Rosa dos Vientos Carlos, mil gracias por acompañarnos en esta exploración el viaje de al centro de la Tierra en esta exploración con El submundo con el subsuelo. Gracias. Un auténtico placer. Muchas gracias a vosotros. La rosa de los vientos. Es hora de hablar De la quimera De otra vida De lo que Nos opinas Expresar Del trapecio Que ante la nada Oscila de tragedias Y triunfos Que dura Con El destino y de la fábrica de hielo. El olvido. Encuentros cercanos. Es hora de hablar de las cosas rotas que no fue Es el mayor enigma de la ciencia, es el fenómeno ovni. Este humor no tiene que ver contigo. Y la investigación del fenómeno OVNI es apasionante. La investigación y la divulgación. Y uno de sus máximos representantes es él, es nuestro invitado. Desde la crítica, la pasión y el sentido común. Está en Chile. Allí nos habla y hasta allí nos vamos. Y sí, los saludamos. Cristian Riffa, muy buenas, ¿qué tal? Hola Bruno, ¿cómo estás tú? Estupendo. Encantado, de, poder estar Encantado en el... de hablar contigo después de tanto tiempo, ¿verdad? Eh, porque tú te has interesado mucho, igual que nosotros eh, por la ufología en España y nosotros eh, por la ufología en Chile, desde hace muchísimo tiempo. Eh, yo creo que comencemos a tener contacto tú y yo hace 20, 25 años. Sí, por lo menos yo creo que unas 25 años aproximadamente. Eh, yo eh, siempre siguiendo todos tus trabajos, tu, tus investigaciones eh, desde acá, hoy día desde La Serena, cuando nos contactamos yo estaba en Santiago, pero hoy día estoy viviendo, radicado en, en La Serena, que es al, al norte de, de Chile. Así que muy contento de poder conversar contigo, contarte un poco lo que estamos, en lo que estamos trabajando, lo que estamos investigando y en lo que no, nos mantenemos ocupados. No sé, eh, lo vas a contar ahora mismo, pero evidentemente hablamos eh, con otro país. Nos une algo con todos los países en, del mundo. Es eh, el sufrimiento de la pandemia, el virus. Eh, ¿Cómo lo estáis viviendo allí ahora mismo? Sí, eh, yo estoy en, en, un, en una zona, digamos, de Chile donde no tenemos eh, el confinamiento total. Eh, sí si estamos haciendo cuarentenas preventivas. Pero claro, en, en la capital, en Santiago y en otras regiones del sur, está bastante duro, duro el, el, la pandemia, nos ha tocado fuerte, eh, con más de, hoy día, más de 8.400 fallecidos, eh, más de 328.000 contagiados a nivel a nivel nacional. Y acá en la zona donde estoy yo, eh, tenemos ya 52 fallecidos. Eh, con la pandemia ha sido ha sido complicado ha sido duro eh, eh, el tema económico ya está tocando está tocando fuerte a las familias eh, las santías el, el no poder eh, eh, las empresas no, no pueden funcionar como, como corresponde y bueno somos un, un país también turístico en la zona donde estoy yo también en una zona eh, vinculada con el astroturismo Eh, todos los observ principales observatorios astronómicos de, de, de Chile y, y bueno, de gran parte del mundo están apostados en esta zona y bueno, están cerrados hoy día, por lo cual también eso implica eh, que, el, que el turismo vinculado al, a, la, a la astronomía está completamente detenido y eso genera empleo, así que ha sido, ha sido bastante duro, eh, eh, bastante duro en, el en términos económicos eh, y en términos de salud eh ha costado que la gente se acostumbre eh, a, a estar en su casa a, a usar las mascarillas a, a cuidarse en el fondo ha sido ha sido bastante bastante duro pero es... pero estamos ahí estamos saliendo fíjate y nosotros también estamos saliendo con miedos al país y con miedos a lo que pueda pasar al futuro evidentemente pero fíjate que coméntase tú una serie de cosas estamos hablando de Un país que está pues a 10.000 kilómetros de España o 7.000, muy lejos. Y sin embargo, todo lo que dices nos suena. Eh, nos ha unido la pandemia, eh, nos ha unido la desgracia, pero todo el lenguaje, todo lo que ha pasado en España, en Argentina, en Chile, en Australia, en Rusia, en Holanda, es muy parecido. Sí. Sí son situaciones muy muy similares en, en todo en todo el mundo. Yo leía tu tu libro y la verdad es que tú lo que cuentas ahí es como si estuviera eh, en el fondo viendo lo que está pasando acá en acá en Chile como fuimos digamos eh, tomando eh, el, el peso de esto como como de pronto nos dimos cuenta de que esto de que esto era algo que nos iba a cambiar eh, la vida para siempre que, que que nuestro país que nuestra vida que nuestras familias no iban a ser el, el, el entorno familiar no iba a ser lo mismo luego de esta de esta pandemia que estamos viviendo eh, y, y todo eso queda reflejado en el día a día lo que está pasando lo que y, y lo que pasa bueno yo desde el punto de vista periodístico tu sabes que yo, bueno eh, yo eh, escribo con trabajo con, con un diario digamos eh, de circulación nacional por lo cual eh, tengo que estar constantemente eh sabiendo de esto eh, a veces trato de, de alejarme un poco del tema. Eh, por mi familia, pero la verdad es que... que Hay una ha sobredosis de como información duro. como aquí también, eh, sí. se ha informado muchísimo, sí. que es absolutamente lógico, ¿no? Eh, pero hemos sí. eh, tenido muchos impulsos, eh, ¿no? Oye, ha pasado allí como aquí un poquito, eh, que de un momento a otro el mundo se ha roto, es decir, nada de esto se preveía, el día anterior al confinamiento, el día anterior a que todo rompiera, aunque había miedo evidentemente, pero no nos podíamos imaginar lo que iba a ocurrir eh, muy poquito después no, no por supuesto, o sea, yo creo que incluso hasta hasta hasta hoy todavía hay y pesa todo lo que llevamos desde esta pandemia, todos los contagiados, los fallecidos, Todavía hay gente que, que que todavía no no entiende cómo eh de un momento a otro nos, nos vimos en esto. Nos encontramos con una situación que nos cambió, como te decía yo, la vida completamente, cómo nos relacionamos. El día estamos pendientes también de cómo nos vamos a volver a relacionar, cómo uh -huh. vamos a volver a, a salir al exterior, a eh cómo vamos a volver a, a tener confianza en ir a comprar, en ir, en, en ir al colegio. Los niños hoy día están sin clases, están con clases online, pero... Eh, se habla de que ya el próximo año debiéramos volver a, la, a, a, a los colegios, entonces los papás pensamos, bueno, ¿qué tan seguro es poder que ellos vayan al colegio? Eh, ¿Qué tan seguro va a ser para nosotros volver también a, a estar en las calles? Eh, es, es, es un tema muy, muy, muy complejo eh, y, como te digo, todavía hay personas que, eh, pese a todo lo que ha pasado, todavía como que eh, no entienden eh, que, que esto es algo algo de una magnitud que es impensado que. Hay pensado que y que no hay precedentes con respecto a esto. Eh, fíjate, insisto en lo que te decía antes, que parece que estás comentando algo que pasa en España, nos ha unido eh, muchísimo. Afortunadamente y un día volveremos eh, todos a la normalidad y volveremos a hablar también eh, qué es lo que queremos hacer contigo, de esos otros mundos, pero no de esas otras cosas, sino otros mundos, y hablo sin metáfora. Eh, otros mundos otras realidades hay eh, que las hay que existen y tú las conoces desde hace muchísimo tiempo sí claro, claro y esto bueno por una parte también esto nos ha permitido poder eh, revisar eh, todos esos archivos que, que quizás estaban por ahí sueltos esos archivos perdidos que teníamos por ahí que de pronto por el por el por el vorágine digamos del, del trabajo diario eh, de pronto los dejábamos olvidados por ahí en un cajón Hoy día hemos tenido ese tiempo para ir revisando nuestros archivos, rearmando algunas cosas. Hoy día yo estoy trabajando en, en, en tratar de, de de, rearmar un un, nuevo libro vinculado con todos los casos eh vinculados al, al fenómeno OVNI, asociados a pilotos, casos oficiales. Que tengo muchas historias muchos pilotos que me han contado cosas extraordinarias que son pilotos que son de la fuerza aérea chilena eh, pilotos civiles también y que y que por algún motivo estaban por ahí en en un baúl y hoy día lo estoy retomando eh y los voy a eh, transformar en un en un en un futuro libro también eh, vinculado con con el tema pero además han pasado cosas han pasado cosas vinculadas con el con el fenómeno ovni. Eh, que nos tiene muy muy entusiasmados porque son, son cosas que no solamente han pasado acá en Chile sino que han pasado también en Argentina con nuestros vecinos ahí en Neuquén, hemos tenido harto, harto, harto movimiento pese a todo, eh, hemos seguido haciendo cosas hoy día a través de, de, de, del, del uso de las tecnologías nos ha permitido eh comunicarnos también con otros investigadores a nivel a nivel mundial así que eh, creo que también eh, de alguna forma esta pandemia nos ha permitido eh, darnos un tiempo para eh, retomar lo que es la, la investigación, lo que es la difusión de, de, de, del, del fenómeno ovni, que es algo que, que como tú sabes, nos apasiona y que llevamos muchos años eh, vinculados a esto. Echar un poco pasos eh, para atrás eh, para coger eh, mejores eh, carrera, Eso ha pasado. Eh, se han, relativ... se han eh, retomado cosas eh, que estaban ocurriendo. Eh, el mundo del fenómeno OVNI, la investigación estaba parada desde hace unos años, pero Chile, los casos ocurridos en Chile, son de los más importantes del mundo sí, sí así es, hemos tenido casos emblemáticos, hemos tenido casos que, que, que, sin duda son conocidos a nivel, a nivel mundial, y siguen ocurriendo cosas extraordinarias. Yo por ahí encontraba el otro día una carta eh, que me entregó un, un oficial de carabinero. El carabinero es, es, es, como, es como la policía, digamos. La policía, digamos, sí, no sí, está sí. Claro, eh, y eh, bueno, ellos ellos eh, en una carta oficial me cuentan una experiencia de un, de un carabinero que tiene un objeto volado no identificado eh, a menos de 200 metros de altura sobre su cabeza que la, le lanza un haz de luz, eh, le provoca interferencia en su radio de comunicación, Eh, y eso está, es, forma parte de un archivo de una carta oficial eh, de, de parte de la Dirección General de Granadineros. Y esos casos están ahí dando vuelta, y hoy día yo lo estoy retomando, lo estoy investigando nuevamente. Eh, y Pero así como ese, también tenemos un caso de un, de un piloto de la Fuerza Aérea que, que en el norte, haciendo un vuelo, un vuelo de instrucción, eh, eh, se encuentra con un objeto que él mismo, eh, un piloto avesado con muchas horas de vuelo, general de la Fuerza Aérea, incluso de, de, de nuestro país, Eh tiene un avistamiento de un objeto un lado no identificado, y cuando yo le pregunto eh el tamaño que tenía era un me decía que era el tamaño del calculado que era una especie de tierra diez, diez portaaviones en línea el tamaño eh y, y con forma de plátano eh, envuelto con en como un, en vapor era como una forma de plátano envuelto en vapor con un tamaño que tenía este eh, de, de diez portaaviones en línea y ese tipo de de, de relato que te lo entregue un oficial eh, de de la fuerza aérea de chile. Eh es, eh es un caso que, que, que amerita la pena digamos que vale la pena poder investigar y que son parte de los archivos como tú dices que de, de nuestro país que eh, a nivel mundial se considera como una zona rica en cuanto a avistamientos de, de ovni eh, sin ir más lejos ahora el, el 27 de junio tuvimos un, un encuentro en una carretera, eh, un, un señor que viajaba entre Punta Arenas y Puerto Natales, perdón, entre Puerto Natales y Punta Arenas, en, en la zona más del, al no sur de, de Chile, en la Patagonia, eh, viajaba en un, en un, en en un auto, a eso de las 8 de la mañana, bueno, a las 8 de la mañana en, en Punta Arenas estaba oscuro todavía porque amanece como a las 10 de la mañana, y eh, de pronto lo empieza a ver una luz que, que lo empieza a seguir durante algo así como 80 kilómetros una luz que después él, él logra fotografiar, él logra fotografiar un objeto eh, alargado que en un principio era como una especie de bola luminosa, muy muy luminosa, y que después él le saca una fotografía y logra captar un, un objeto alargado. Eh, y ese caso lo estamos lo estamos siguiendo gracias a un investigador de ahí de la zona, Patricio Frías, que, que, que, que tuvo acceso a esta fotografía, tuvo acceso al, al testimonio. Eh, y eso ocurre el 27 de junio y curiosamente el 30 de junio después ocurre en Neuquén no sé si eh, tú eh, me imagino que también eh, lo, lo has conocido, digamos este avistamiento que tiene un piloto eh, también de ahí de, de sobre la ciudad de Neuquén que es un, un relato, un caso que queda registrado en la torre de control de ahí de, de Neuquén y que da cuenta también de un objeto tan o más luminoso que este que, que se describe en Puerto Natal así que están pasando cosas Eh, muy interesante en, en, en Chile, en Argentina, y bueno, nosotros como te digo estamos eh, pesquisando todos esos sucesos eh, y, eh, y tratando de, de darlos a conocer a través de, de las plataformas que hoy día nos permiten digamos compartir esa información con el, con el público. Tú escribiste, has escrito varios libros, uno de ellos se titula sí. El caso del Cabo Valdés, que seguramente sí. es uno de los casos más importantes en de la historia de la ufología mundial, pero ocurrió ahí. Sí, claro. claro Es uno de los casos emblemáticos a nivel, a nivel mundial y de Chile, por supuesto. Yo tuve la suerte de, de viajar con uno. Tú sabes que este caso ocurre, digamos, con una patrulla militar que tiene un, una, un encuentro cercano, digamos, tiene un encuentro Con, unos, con unas luces que eh, en un momento eh, Armando Valdés Garrido, que que el, el, el cabo que estaba a cargo de esta patrulla militar, en el norte de Chile, en Arica, en, en Putre, en, en un sector que se llama La Pampa y Ucuma, ellos tienen este, esta experiencia... Y bueno y, y yo tuve la suerte de ir con uno de los conflictos a regresar veinticinco años después al lugar donde ocurre este este suceso y él me cuenta digamos en terreno eh, todos los detalles de lo que fue este este encuentro en el cual armando valdés que es el cabo este desaparece durante varios minutos regresa con una barba y con quien yo fui fue justamente eh, eh, uno de los conflictos que el día en la noche previa le entrega eh, los utensilios para que Armando Valdés se, se afeitara, por lo cual él es el más sorprendido cuando cuando se encuentra con Armando Valdés con esa barba después de que aparece. Hoy día claro, el caso el caso es, es controvertido porque el mismo Armando Valdés eh, ha cambiado su su visión del, de la subversión del, de los hechos pero sin duda que es un caso emblemático. Eh, conocidísimo ese episodio completamente, pero esa parte del episodio muy conocida, el hecho de que entrara en esa luz, en lo que fuera, eh, recién afeitado y saliera como si hubieran sí. pasado muchos días, eh, pero en realidad no habían pasado. ¿Qué dice ahora el cabo Valdés? Sí, el cabo, el cabo Valdés dice hoy día que, que la verdad es que todo esto fue una jugarreta de su parte, que él estaba jugando con sus hombres, que se había escondido en una pirca y que, y que y que todo había sido una broma. Pero pero bueno, hoy día cuando uno yo tuve la suerte de conversar con varios de los conflictos y, y los conflictos me dicen que es imposible que él, que él haya estado escondido detrás de una pirca, o sea, él, ellos lo buscaron. Yo conozco el sector, conozco el lugar donde donde ocurren estos hechos y, y, el, y el lugar no es tan, no es, eh, eh, digamos, uno no se puede esconder fácilmente, era un sector bien acotado por lo cual y confío en el relato también de los conflictos, él dice que, que no, que fue una jugarreta y que, y que no, y que no le ocurrió eso y que pero bueno esa, esa es su versión sí, pero yo creo que, yo creo que tú... claro hubo compañeros suyos soldados hay que lo vieron aparecer eh, que confirman Exacto. que algo pasó y que él desapareció Exacto, exacto, ese, ese es el tema. Eh, los conflictos todavía eh, y cada uno de ellos eh, concuerda en que, en que lo que lo que narraron en esa oportunidad eh, fue tal cual. O sea, el el el cabo desaparece desaparece en esta luz como tú dices, aparece con la con la barba y no solamente aparece con la barba, sino que aparece diciendo incoherencia. Y yo no creo que Armando Valdés haya tenido la capacidad de inventar una historia en tan poco tiempo, porque si tú escuchas el relato de Armando Valdés Garrido, eh, días después, un día después de que ocurre la experiencia, eh, el, la historia es, pero la que todos conocemos, digamos, eh, no creo que él haya tenido la capacidad de inventar algo así. Eh, y además estaba, como tú dices, el testimonio de estos hombres, de estos soldados, eh, además que yo no creo que un, que un militar ¿no? se haya puesto a jugar en una zona eh, donde eh, era una zona importante para Chile estratégicamente, eh, en una frontera, digamos. Eh, por lo cual, me parece que, que Armando Valdés tiene otro problema, eh, que yo siempre lo he dicho. Creo que su, su, su religión hoy día no le permite eh, contar la verdad. no le permite ¿Cuál es su contar la verdad. él hoy día, hoy día él es pastor él es evangélico. Ajá, él, es, sí. él es pastor evangélico. Y, yo, y él, eh, lo que todos sabemos y lo que se ha, se ha sabido, digamos, que él eh, tiene la, la idea de ser obispo evangélico, claro. por lo cual eh, salir un obispo evangélico a hablar de estos temas, tú sabes que, que se se, to se toma el tema, digamos, ovni como algo más, más demoníaco que, que algo. entonces Eh, hoy día le cuesta el poder eh, yo creo que su, su religión le está lo tiene aprisionado digamos y no, no puede contar más de, de su verdad que yo creo que fue la que contó eh, en esos años digamos el año el año que ocurre esta, esta experiencia el libro otro libro tuyo el manual investigador ovni dice entre otras muchas cosas eh, bueno la calidad de determinados testimonios de determinadas informaciones en Chile han sido muy importantes y tienen mucha validez esas informaciones que nos has contado antes, de pilotos eh, militares u otros eh, que han visto, que han visto algo en el cielo. Esos ha habido muchos casos y sigue viéndolos. Así es, sí. Yo, yo escribí un, un tercer libro, que fue el último que, que he escrito que se llama OVNI Fuerza Armada uh -huh. justamente tiene que ver con esos casos que tú mencionas. Tiene que ver con, con pilotos que, que son pilotos eh, militares, eh, pilotos civiles, controladores de tránsito aéreo, carabineros, como te decía, gente de la armada, porque también hay eh, objetos submarinos no identificados, que son parte digamos de, de este, de este libro, eh, contados por gente de la Armada de Chile, gente con, con mucha experiencia y que son objetos que eh, durante eh, durante todo este tiempo no han podido encontrar una explicación, una explicación racional, hay muchos casos, hay muchos casos, eh, como te digo hay casos que todavía están dando vuelta y que tenemos algunos indicios de, de sucesos que han sido protagonizados por por pilotos pero que no hemos tenido el tiempo como poder ir indagando más allá y hoy día lo estamos haciendo, estamos tratando de, de recopilar esos casos que estaban como te decía esos archivos sueltos eh, guardados por ahí en algunos cajones y, y estamos Eh, eh, rearmándolo para tener un, un, un dossier eh, actualizado de, la, de lo que es el, el fenómeno OVNI sobre los cielos de Chile En aquellos eh, tiempos eh, que hemos mencionado antes eh, cuando nos escribíamos, eh, cuando teníamos contacto se sabía y se conocía el trabajo de Cristian Riffo al frente de uno de los grupos eh, de investigación más importantes eh, del país ovnivisión ¿cómo está OVNIVISION sí. ahora? sí, Omnivisión, bueno, eh, Omnivisión nació en Santiago, yo me vine a la cuarta región, pero siempre desde acá sigo, sigo activo, sigo eh, haciendo muchas eh, participaciones a través de los medios digitales hoy día, tengo un programa de radio, o sea, un programa digital hoy día que era un programa de radio, llevo tres temporadas también se llama La noche del misterio Chile eh, y que en el cual hablamos justamente de, de estos temas y bueno hay mucha gente que, que forma parte de Omnisión, que nos que nos apoya que, que siempre está pendiente de todo lo que está pasando a nivel a nivel nacional yo creo que en todas las regiones siempre hay alguien vinculado con, con Omnisión que, que nos mantiene alertas para, para estar eh, indagando todos estos temas, así que mm, es, es una, una agrupación que ya llevamos muchos años, eh, quizás No, no estamos tan activos como, como entonces cuando nos conocimos, pero siempre seguimos pendientes de todos los sucesos, seguimos pendientes de todo lo que está pasando sobre los cielos de Chile, eh, vinculados con muchas otras agrupaciones también. Hoy día creo que eso ha sido, ha sido algo bien, bien interesante que ha pasado que no pasaba antes, es que muchas de las agrupaciones, que había mucha rivalidad, como como pasa también como pasa en Europa, como pasa en otros lugares del, de, del, del mundo, había mucha rivalidad entre los, las agrupaciones y yo creo que cada día estamos más cercanos a, de, y, y tratando de colaborarnos entre entre nosotros, así que Es eh, eh, algo bien, bien interesante que, que ha pasado. Y una de las cosas eh, que tú has defendido, bueno, que has hecho es eh, la importancia de utilizar, entre comillas, utilizar el periodismo para llegar a la gente y contar eh, estas historias. Eh, tú eres eh, periodista, sí. eh, investigador sí. eh, del fenómeno y buscador. Eh, ¿Qué eres más? Eh? ¿Una cosa u otra? ¿O las dos cosas a la vez? <risa> Tú sabes que yo, yo partí siendo investigador del, del fenómeno y después me hice periodista. Entonces, mm. eh, yo partí el, eh, investigando el, el fenómeno Omni por ahí, por, por fines de los 80, 88, 89, por ahí. Comencé ya con Omni Chile, que partió en el 90. Eh, y periodista, soy desde el 95, 95. Entonces, eh, soy, hoy día yo creo que soy ambas cosas, pero pero claro, uno con el tiempo. Eh, Eh, te va quitando tiempo, digamos, el ser periodista, porque eh, la contingencia te, a veces te, te absorbe demasiado, pero uno siempre sigue siendo investigador del fenómeno y siempre sigue atento. Además que todos todos mis conocidos, todos mis amigos más cercanos son investigadores del fenómeno, entonces siempre, de alguna u otra forma, tú sabes que uno entra en este tema del misterio y yo creo que uno no sale, nunca, nunca sale, digamos. Eh, lo he visto con muchos investigadores chilenos que, que hoy día ya no están y que, y que hasta sus últimos días siempre estuvieron investigando, siempre estuvieron eh, vinculados al, al fenómeno eh, eh, pese a todo Me pregunto si también ahí en Chile se han producido un tipo de hechos que se han producido en España en estos eh, tiempos, eh, durante el confinamiento, se ha estado mucho dentro de las casas, eh, prácticamente el contacto con el exterior era en los balcones a través de las ventanas sí. y se han visto muchas eh, luces extrañas, es, es como si se hubieran convertido eh, las luces populares en algo propio del, eh, de lo que estaba ocurriendo cuando no había vuelos, eh, no había cosas que pudieran explicar esos sí. fenómenos. ¿También ha ocurrido en Chile algo parecido? Sí, claro. Sí, mucha gente eh, se ha volcado también a aprovechar de, de mirar el cielo. O sea, que o Acá ha pasado algo bien interesante porque eh, pues teníamos en esta zona, digamos que yo te decía que es una zona eh, vinculada con la astronomía, con muchos observatorios astronómicos, había muchas canchas de fútbol eh, que se usaban durante las noches y que generaban contaminación lumínica. Y hoy día, como eso está prohibido, digamos, no se pueden hacer reuniones ni partidos ni nada, entonces esas canchas están apagadas y eso ha generado, digamos, que la contaminación lumínica en esta zona de, de la región de Coquimbo y de la zona norte del país haya bajado considerablemente, por lo cual hoy día desde las ciudades es mucho más fácil y mucho me mejor, digamos, poder observar las estrellas. Y mucha gente hoy día, se eh, como tú dices, sale a los balcones, eh, aprovecha, digamos, de, de, mirar el, de mirar el cielo, Por supuesto que han ocurrido algunos fenómenos, han visto cosas extrañas, hemos recibido muchos reportes de gente que ha visto cosas, también gente que se confunde, hoy día hay muchos muchos satélites que, que, que son lanzados, digamos... Eh, y que nosotros sabemos sus trayectorias, pero que todavía la gente eh, a esta altura también se confunde. O muchas personas que dejaron de mirar el cielo durante mucho tiempo y hoy día se sorprenden, digamos, por el paso de estos satélites vinculados con, con, con Internet y que son muy muy, muy brillantes y que, y que a cierto tiempo se ven. Pero sí, creo que ha habido, ha habido eh, un, una, una búsqueda, digamos, de, de volver a mirar el cielo por parte de las personas Eh, y han habido avistamientos interesantes también, eh, vinculados con, eh, no, no acá, acá en, en la región donde estoy yo, pero sí eh, más al sur también hemos tenido algunos algunos reportes interesantes nos separan miles de kilómetros España de Chile pero es que esto también ha ocurrido esto que ha ocurrido en España también ocurre en Chile eh, parece que hay muchas cosas que nos unen ojalá en el futuro ¿verdad eh, Cristian? Eh, se vuelva a recuperar esta información se vuelvan a recuperar estos eh, temas y esto es lo que quede lo bueno es eh, lo que quede también eh, recuerdo eh, que estos eh, fenómenos han ocurrido en España y han ocurrido también en Chile Cristian Rifo, mil gracias Un placer tenerte en el programa, un placer volver a conversar contigo. Gracias. No, un abrazo Bruno, que esté muy bien, un saludo para todos allá y, y bueno, y siempre dispuesto a poder conversar contigo cuando quieras y esperemos que nos podamos volver a, a reunir, nos podamos volver a encontrar y que todo esto pase y que, y que salgamos más fortalecidos que nunca. Ojalá sea así, gracias. Un abrazo, que esté muy bien, chao. en la sintonía de onda cero radio hoy desde las 12 hasta las 4 y mañana desde la una y media hasta nada más y nada menos que las 5 de la madrugada casi casi se va a hacer de día escuchando la rosa de los vientos porque mañana en La Rosa de Ventos en la tertulia vamos a contar hay muchas cosas que son importantes que todos conozcáis sobre los mitos, las leyendas las conspiraciones lo que no hay que creer sobre eh, todo lo que se está diciendo sobre el mundo de las vacunas sobre Bill Gates sobre eh, George Soros todo, todo, todo, todo sin excepción y lo vamos a contar mañana todo sin excepción es falso a dar absolutamente todas las pruebas. Insistimos, queda una hora de programa, pero va a ser después de las noticias y la actualidad que llega ya en Onda Cero.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 Y seis minutos y eh, continuamos en la Rosa Osvientos hoy hasta las 4 de la madrugada. Ya sabéis, hoy entre las 12 y las 4, mañana entre la una y media y las 5. No lo hemos dicho nunca, ¿verdad? Pues nada, lo vamos a decir unas cuantas veces más. Ahora el programa que comienza ahora mismo, vamos a hablar dentro de unos instantes en Ureja con Madón Martínez de El Contacto Inminente con lo que hay ahí arriba, Pues posiblemente vamos a tener también la cara B, vamos a hablar de Matrix, Matrix existe, sí, es un programa informático es un proyecto, es como lo que aparece en la película pero es una realidad física, es algo real, Matrix existe, hoy en la cara B también en la rosa os vientos os vamos a comentar os vamos a desvelar quién es el personaje oculto, quién ha sido el personaje oculto de esta noche y os vamos a decir también quién es el ganador. Son datos eh, que nos ofrece, que nos desvela y que nos cuenta Silvia Casasola. Así es, bueno, pues eh, como hemos estado comentando durante toda la noche, tenemos a tres verdaderos artistas consagrados del Renacimiento, cada uno, por supuesto, con su estilo y versatilidad. Por ejemplo, Ticiano. Pues Tichiano pasó a la posteridad con el sobrenombre de El Sol. ...entre las estrellas... ...tuvo muchísimos cambios de estilo... ...a lo largo de su carrera... ...porque fue longeva... ...y bueno pues esa fue una de sus mayores características... ...esos cambios... ...de hecho algunos de sus cuadros cuesta a veces reconocerlos... ...porque como tiene esos cambios... ...dicen este es de Tiziano, no lo es... ...y ahí están las dudas... ...y tienen que ser verdaderos expertos... ...quien analicen estas obras... ...bueno pues él fue uno de los artistas... ...más longevos de su época... Leonardo, qué decir de Leonardo... ...él es uno de los máximos exponentes del Renacimiento... ...conocido, como hemos dicho muchas veces... ...como el Uomo Universalis... ...pues él es un sabio... ...un buscador y conocedor de todas las disciplinas... ...desde la anatomía... ...recetas de cocina... ...inventos... ...eventos... Eh, ...y por supuesto, claro... ...la pintura y la escultura... ...pero Leonardo resulta que también... ...terminó sus días pues bastante anciano... En cambio, nuestro protagonista de hoy murió en la cúspide de su trayectoria profesional. Una de las cosas que introduce eh, Rafael, este gran pintor, naturalmente de Telemark, pero uno de los más grandes che que después vamos a ver que todavía no ha terminado la discusión, es el color azul. El color azul es el celeste, el eh. color, es porque Es una pintura, se dice celestial. Eso porque es, un... porque ya a Rafaelo no le gustaba don, mucho, pues eso, llevar, no. representar en sus pinturas vida. esas imágenes como de, de, de esos santos, eh, mucho con el Evangelio, que la Iglesia trabajó mucho para el Vaticano. Bueno, pues él, como hemos comentado, se trata de Rafaelo Sanchio, conocido como Rafael. Él es uno de los mejores pintores y también, atentos, arquitectos de su época. Bueno, pues resulta que Rafael cayó enfermo y prácticamente en tan solo 15 días por la enfermedad fue tan virulenta que los galenos no pudieron hacer absolutamente ya nada por él. Y en un principio, y así pasó la historia, se creyó que había muerto por sífilis, provocado por la vida sexual tan activa que realizaba en sus continuas escapadas nocturnas pero una nueva investigación pues ha puesto de manifiesto que en realidad murió por neumonía causada efectivamente por estas escapadas en las gélidas noches italianas. Bueno, recientemente se ha publicado un artículo del Mundo y especifica esto de la investigación y dice que es un guiño un poco posible a lo que pasa ahora con el coronavirus. Pero hay otras personas que se van la mano a la cabeza, vamos a ver, vamos a comparar una neumonía con los efectos del coronavirus, pues como que no, es uno de los síntomas nada más. Bueno, sea como fuere, por sífilis o por neumonía, la realidad es que el magnífico arte de Rafa Acabó con apenas 37 añitos. Menos mal que él fue muy prolífico y además dejó mucha obra terminada y, sobre todo, su legado a los distintos discípulos que tuvo. Y ahora sí, ahora sí, ¿quién es el ganador o ganadora de esta noche? Pues ha participado en nuestro correo electrónico en rosa.vientos.es y él se llama Germán, así que Germán B. Fernández, por favor, envíanos tu dirección a este mismo correo porque has ganado nuestro concurso. Enhorabuena. Oye, por cierto, Bruno, ¿cuándo Dime. tenemos, a qué hora el programa, mañana? A las 1 y media de la madrugada comenzamos y, ¿Y, y acabamos a las 5, de día bien. casi. qué bien, qué guay, pues nos vamos a tomar unos churritos por la mañana, claro ¿no? Claro que sí. Bueno, pues ya Al está. Acabamos el pronto, más pronto de lo habitual, a las 5 de la madrugada. Guay. O sea, que llegaremos a casa eso de las 8, una cosa así. Pues ah, ya está. ah, bueno, yo no sé dónde te vas a ir tú a tomar los churros, antes. <risa> una hora de programa, la que comienza ahora que hemos tenido y vamos a tener y vamos a escuchar. En Eureka, contacto inminente. En la cara B os vamos a hablar de Matrix y por supuesto os vamos a presentar las señales del fin del mundo. Eureka. Estamos a las puertas del contacto, algunos dicen que es inminente. Dice que no, hoy lo vamos a saber en Eureka aquí como siempre, con Mado Martínez, Amado, muy buenas, ¿qué tal? Buenas noches. Oye, Amado, antes de entrar en este contacto inminente, tenemos que contar lo inminente, bueno, lo inminente y lo que está pasando ahora mismo, que te encuentras en Celsius, que es una de las reuniones más importantes del mundo de la escritura de ficción y de la ciencia ficción y de la fantasía en España, en nuestro país y en todo el mundo, que se está celebrando en Avilés, en Asturias, ¿no? El más importante de España y uno de los que mayor repercusión internacional tienen, han venido muchos autores del extranjero, como todos los años, no todos los que se tenía previsto, porque bueno, pues por, por estas cosas de la nueva normalidad, los viajes, las restricciones aéreas, hay algunos que no han podido venir, especialmente los de Estados Unidos, pero, pero hemos venido, pues imagínate, aquí pues, eh, de cantera nacional, como yo digo, aquí hemos estado y estamos, Fernando Marías, Javier Sierra, Espido Freire, eh, Michelle Roche, un nuevo descubrimiento increíble dentro del panorama de, de la literatura fantástica con su libro Mala Sangre, el ilustrador David Sánchez que ha ganado el, el, el premio Lorna y estamos, como te podrás imaginar, yo qué sé, todos los hijos de Mary Shelley aquí en el paraíso de los escritores y los lectores, Del, del género y pasando un poquito menos de calor hay que nosotros y que todo el mundo ¿no? porque Asturias eh, bueno pues, la temperatura es eh, más agradable sí yo que me vine a Licantina he, he pasado fresquete algún momento fui corriendo así como por por, por una chaqueta y él ya Barcelona Barceló por me llevó a hace unas, falta unas una chaqueta un jerseycito ¿eh? Sí, sí, me llevó a comprarme unas medias y, y nada, bueno, la verdad es que es fantástico lo que han montado aquí. Todos los años han hecho algo extraordinario, pero este año con mayor motivo, porque con todo lo de la pandemia, toda la nueva normalidad han hecho un, un trabajo extraordinario, un esfuerzo increíble para que el Celsius saliera adelante, para que no se va, no separe el mundo, para lanzar un mensaje positivo de hay que seguir adelante, hay que seguir eh, pues eso aportando, regalando culturas, regalando estos momentos. Y bueno, pues eh, el, el avión, tanto el embarque como el desembarque en el aeropuerto, las mis, distancias de seguridad, los procesos, protocolos higiénicos, súper seguros, súper organizados, todos en su línea, en su lugar. Te diría que el embarque ha sido muchísimo más relajante y rápido con todas estas medidas de seguridad que en circunstancias normales. Y el desembarque ya ni te cuento, como de los pasajeros de la 1 a la 5 bajen, de las 6 a la tal. o sea, ha sido tan relajado el viaje, tan guay. Y ya te digo yo, como más rápido de, de lo normal, ¿no? Antes que íbamos todos juntos con esas... Eh, conglomeraciones ahí de, de empujones, de todos pegados y tal, pues nada ha sido todo súper relajante e ese, ese dicho que tanto hemos oído de vísteme despacio y que tengo prisa se demuestra que es válido que es un dicho que te visten despacio pero que llegas antes eh, Efectivamente, y aquí en el Celsius los protocolos de trazabilidad, de seguridad en, en, en el tema de, de acceso de controles han sido increíbles y, y un ejemplo casi, casi que te diría yo, ¿no? de, de los lugares de entrada, de esos códigos QR para decir también, para rellenar los formularios a qué, a qué sesión entras, eh, a qué hora, a quién eres, para tener encontrado todo momento, por pues, si surgiera algún brote, donde hemos estado cada uno, donde nos estamos, de donde venimos, a la, al término de cada actividad. Eh, volvíamos a salir todos, volvíamos a entrar no solo con nuestra mascarilla, nuestros geridos alcohólicos y otros procesos, sino también con unas toallitas para desinfectar los brazos, los reposabrazos. brazos. A la salida tenías que volver a salir porque desinfectaban de nuevo eh, una organización extraordinaria. Las firmas las hemos firmado con una pantalla de. De, estas de, de, de de plástico como un cristal, te pasaban el libro por debajo, tú con tus guantes firmabas el libro y cuando antes de firmar el siguiente, al siguiente lector, por encima de, de los guantes te volvías a poner gel hidroalcohólico y a firmar cariñosamente tu libro al, al, al lector. Fíjate, yo creo que en esta semana, que es un poco la semana del miedo a lo que pueda pasar, el miedo a los llamados rebrotes, el miedo a todas las cifras, el miedo al futuro mensajes como el que nos estás trasladando nos demuestra que se puede vivir que se puede hacer cosas eh, normales en las de siempre con medidas de seguridad que se puede hacer lo que se hacía pero eh, de otra forma pero que se puede ir para adelante ¿no? Claro que se puede. Imagínate que tuviéramos que convivir con un virus de este tipo o peor en cualquier escenario toda la vida. Es claro. que tendríamos que hacer eso, convivir. <risa> El mundo no se puede parar, no podemos parar. El ser humano eh, por naturaleza está hecho pues, para eso, pues para, para avanzar, para evolucionar, para, para intentar eh, adaptarse a cualquier situación y yo creo que lo estamos haciendo extraordinariamente. Ojalá, pues pues eso, pues eh, como hemos dicho siempre, la, la gente no es la mala, el bicho es el malo. Exacto. <ríe> y, y el bicho no se porte demasiado mal con... con con nosotros y, y podamos seguir haciendo eso que, que el mundo no puede parar y sobre todo eso pues las relaciones, la humanidad bueno, para mí es que el Celsius este festival es como el camino de Santiago de la literatura, y mm. el ambiente es extraordinario la convivencia con el público con los escritores eh, actividades paralelas todo el rato que si no vas a la carpa vas al auditorio que si no vas al auditorio vas al hotel, o al taller de cuentos o a, eh, o, a, o a la exhibición de Esgrima, no para, es un non-stop y es eso, convivencia pura y dura Y lo que es non-stop es también la pregunta que te hacemos y que formulamos. Estamos a las puertas de un contacto inminente y para que ese contacto con alguien de las estrellas se produzca tiene que haber vida en el espacio. Y eso sí parece que es un camino que la respuesta va a ser que sí, ¿no? Bueno, es que en la editorial Odeon acabó, acabamos de publicar el contacto inminente de Ladio Miranda, que es bueno nuestro autor, nuestro autor cubano de La Habana que ya en el pasado publicó con nosotros Vida en Marte. Y nos ha sorprendido con una nueva entrega, pues porque en ella lo que se habla es de lo que nos depara el futuro de la exploración espacial, y claro, hay muchas preguntas que la gente se, ha, se hace, muchas preguntas y cosas curiosas que la gente va a encontrar respuesta en ese libro, para mí es maravilloso, he tenido placer de editarlo, te imaginas de qué haber leído, y, y bueno, no, no voy aquí a destriparlo, ¿vale? porque no es eso pero sí que voy a responder algunas preguntas eh, pues relacionadas con eso, con el libro de Eladio, de qué va y cómo va a ser ese contacto inminente y, y, y cuáles son todos esos interrogantes que nos surgen a la hora de plantearnos este este escenario de contacto con otra civilización que no sea la nuestra. Como decía, ese contacto inminente, si se produce, tiene porque qué. El fundamento eh, principal es que la vida y la vida en el espacio parece algo común que surge de forma eh, natural y de forma, pues eh, digamos, digamos eh, que eh, habitual en el universo, o uh -huh. que ha surgido de forma habitual, eh, que sabe Dios hay cuánta hay, pero que la hay, ¿no? Debe haberla, es lo que dice Ladio, porque él lo que, lo, que, de, lo que observa es que la vida que conocemos aquí en nuestro planeta Tierra, que está compuesta en su mayoría pues por un puñado de elementos químicos como el hidrógeno, el nitrógeno, el oxígeno, el fósforo, de azufre y el famoso carbono, bueno, pues estos elementos químicos están repartidos por todo el universo, ¿vale? Entonces, solo necesitan un nicho adecuado para agruparse adecuadamente y formar materia orgánica capaz de evolucionar en dirección a la vida, que es lo que pasó aquí en la Tierra, es decir, los elementos están, están, es que están. Entonces, pues la postura del adiós es, no lo dudes, el universo es la casa de la vida, así de claro. Y si en el universo, en el cosmos, en la Vía en otros eh, mundos, en otras eh, galaxias, existen eh, innumerables eh, civilizaciones eh, de otros mundos, nos podemos hacer la pregunta de ¿por qué nunca ha habido contacto? Ya, es la pregunta que siempre nos hemos hecho y para la que hay además 500 teorías, ¿no? Que, que bueno, hace, hace algún tiempo el físico italiano Enrico Fermi, se la hizo también y dio lugar a lo que se conoce como la paradoja de Fermi, que muchos de vosotros ya, ya conocéis, otros no, pues tenía una respuesta muy personal ¿no? a esta pregunta. Él decía que toda civilización tecnológica avanzada desarrolla con su tecnología el potencial de exterminarse a sí misma y desaparecer antes de lograr contactar con otra civilización, que los que se estén leyendo los libros del filósofo israel Yuval Harari Eh, pues eh, seguramente estaban llegando a la misma conclusión, esto de madre mía, civilización, esta civilización nos vamos a extinguir <risa> dentro pero, de un momento hey, a otro, ¿no? en las noticias, a también podemos llegar a esa conclusión eh. <risa> Claro, entonces actualmente hay otras respuestas a esta paradoja, la búsqueda de inteligencia extraterrestre, es como que bueno, es que acabamos de empezar, o los métodos de búsqueda no son los adecuados, o quizá ya hemos sido contactados pero no nos hemos dado cuenta pero vamos, que ten en cuenta que eh, que Una civilización puede, puede fácilmente llegar a su fin, ¿vale?, <ríe> por autodestrucción tecnológica, es la, la paradoja de Fermi, antes de conseguir contactar con otra civilización y llegar a ese a ese nivel de desarrollo tecnológico. Por lo tanto, ¿podemos, eh, sí o no?, eh, ¿podemos eh, considerar al cosmos eh, como amigable o como hoy hacia la vida? Bueno, pues eh, siempre nos han enseñado que el cosmos es hostil para la vida, ¿no? Como como un espacio como que, wow, agujeros negros, eh, planetas terriblemente fríos ahí con temperaturas o, o con temperaturas abrasadoras, reacciones cósmicas, una cosa como, uff, es, que es una visión que, aunque no lo creamos está equivocada, porque el universo es realmente favorable para la vida, que es lo que en lo que insiste Ladio, ¿no? En su libro Contacto Inminente, y es que las leyes físicas y las constantes universales aplicables a todo el universo no son más que una especie de código cósmico que tiene como objetivo ese, según él, favorecer el surgimiento de la vida y que nuestra vida aquí en el planeta Tierra, nuestra supervivencia es parte de ese arreglo cósmico que impera para que florezca vida. Por todo el universo. ¿Y sería posible, por lo tanto, que en el futuro pase lo que pasa en la ficción, en la ciencia ficción, que los viajes al cosmos, los viajes a otras estrellas y otros planetas son una cosa habitual? Claro, viajar en el espacio mmm, ahora mismo nosotros tenemos dos problemas, ¿no? Esenciales, que son las distancias que debemos salvar, que son astronómicas, la redundancia, y el tiempo que llevaría a cubrirlas, ¿no? Que ahora mismo, pues eh, ahora mismo es de los peligros, yo que sé, que nos encontraríamos en el viaje, podrían ser muchos, ¿no? Para imaginar esa Misión tripulada, ¿vale? Lo cierto es que viajar de una galaxia a otra en un periodo racionalmente corto parecía ahora mismo, ahora mismo, como algo imposible, al menos que nuestro estadio evolutivo, no sé, nuestro estadio evolutivo actual ahora mismo no lo permite. Quizá dentro de unos miles de años, a lo mejor ese viaje pueda ser posible utilizando conceptos físicos y tecnologías que ahora mismo son inimaginables. Pero en el momento en el que demos con la clave para solventar esos obstáculos, ¿por qué no? Y, por lo tanto, ¿podemos pensar cómo sería ese encuentro con esa civilización, se supone que más avanzada, esa civilización del espacio? Bueno, pues aquí Stephen Hawking tendría mucho que decir también, como el adiós, ¿no? De, de, de, de cuidadito, que al igual nos conviene más pasar desapercibido, porque, claro, la experiencia terrestre de contacto entre grupos de humanos... Mmm, de diferente desarrollo tecnológico, cultural o industrial ha sido un poco catastrófica, si miramos atrás ¿no? a, en el pasado. Quizás una civilización extraterrestre con un grado de desarrollo tecnológico muy avanzado eh, haya logrado canalizar también su impulso destructivo y se nos presentará como una civilización amigable. ¿no? Pero quizás ese desarrollo tecnológico pudiera conllevar a la necesidad también de una búsqueda de nuevas fuentes de energía imprescindibles a lo mejor para que perdure dicha civilización extraterrestre y esta energía a lo mejor mmm, podría ser obtenida de planetas habitados como el nuestro, como el... En este caso, el planeta Tierra. Así que a lo mejor, a lo mejor <ríe> podría ser hostil. ¿Quién sabe? Si se parece mucho a nosotros, me daría miedo. Sí, nos han extinguido antes, eh, porque lo que puede pensarse es que la gran dificultad está en nosotros mismos o en ellos mismos. Si esa civilización, la nuestra u otra eh, que está en el espacio, se ha. Eh, bueno, no se ha extinguido antes de tener la tecnología suficiente y la ciencia suficiente para poder contactar con otras. Exactamente, hay un factor más aparte del factor tecnológico que el Eladio también lo, lo menciona en su libro en Contacto Inminente, que es que bueno, hay otras civilizaciones que al igual que en la Tierra pueden estar expuestas a factores internos o externos ya no solo el del desarrollo tecnológico que podrían propiciar su desaparición antes de lograr el desarrollo tecnológico necesario para contactar con otras civilizaciones no a lo mejor por autodestrucción pero sí por posibles catástrofes cósmicas, extinciones masivas producto del impacto de cuerpos celestes como meteoritos, cometas, planetas errantes. El universo no es un lugar tranquilo, es un, universo, es un lugar donde están sucediendo muchas cosas, aunque parezca un lugar mudo, desierto y callado. Muchas cosas, ¿no? Y, y bueno, podría haber eso, pues impactos de, de cuerpos celestes de, de este tipo, fenómenos ocurridos también dentro del propio planeta, ¿no? Que también son normales. Erupciones volcánicas, enfermedades no controladas, conflictos bélicos internos o quizás pérdida de control planetario de los seres biológicos por seres biotecnológicos no creados por ellos mismos quizás alguna de estas ca causas pudiera ser el motivo por el que no hemos sido contactados Y la ciencia tiene una explicación, una respuesta a esa cuestión que nos hacemos eh, todos. Si eh, una civilización nos visita, ¿cómo sería esa vida? ¿serían máquinas, eh, serían impensables eh, según nuestros eh, paradigmas, eh, tendrían muchas cabezas, muchas piernas, muchos brazos, o se parecerían a nosotros? Claro, es como alguna forma de firma de vida desconocida, un alien, una máquina, <ríe> una máquina autorreplicable. Claro. <ríe> claro, y además los medios audiovisuales como el cine y la televisión, pues nos tienen nos tienen acostumbrados a sus grandes producciones ahí de, de donde, bueno, dejamos volar la imaginación, ¿no? que eso también es muy humano. Y por lo general son una mezcla de seres humanos, con animales conocidos, a veces en cientos de comunicaciones. Lo, lo, lo más probable es que si alguna civilización extraterrestre nos visitara El Adio dice que, que lo más seguro es que lo hicieran sus máquinas o sus engendros tecnológicos. O sea, eso sería lo primero que llegaría Para hasta no nosotros. no con nosotros por si acaso, ¿no? Claro, claro, no ellos en sí, ¿vale? Que nos encontraríamos con su avanzadilla, que serían, pues eso, eh, engendros tecnológicos, máquinas, robots... Hay eh, cosas así, ¿no? Mientras que sus progenitores biológicos quedarían atrás, ¿no? Ahí como protegidos de los peligros del viaje y de las consecuencias del avistamiento y el encuentro con los seres humanos. Y La pregunta siguiente la podemos hacer eh, también desde nuestra perspectiva. Si supiéramos eh, si hay vida en Marte, por ejemplo, eh, uh -huh. sería bueno que lo supiéramos o que esa vida en Marte pasara desapercibida para nosotros o al revés, eh, eh, si eh, nosotros eh, existimos eh, y lo saben eh, otros eh, muy lejos, eh, si ese contacto uh -huh. sería fructífero o es mejor pasar en eh, desapercibido uh -huh. para ellos. Vale, digamos que hay vida en Marte o en cualquier otro planeta, así como en un estado complejo y seres inteligentes, ¿no? más allá de, de, de, de microorganismos. Um, el efecto psicológico de la población aquí en la Tierra y en la comunidad científica ante un avistamiento de extraterrestres dependería, según el adiós, en última instancia de la incertidumbre ante lo que pudiera ser un contacto amistoso con contacto hostil, porque claro, o sea, sería nuestra primera incertidumbre. Eh, Estos de que van, sí. <risa> ¿sabes? Es un, esta gente de que va. Eh, y aún si el contacto cabo? fuera. Claro. ¿Dónde estaba? Por, por Dios, ¿eh? me dice? Eh, qué, en qué momento decidió conocerlos, ¿no? <risa> Claro, que, que, que ¿por qué les interesaremos, ¿no? Sí. Eh, porque yo creo que, no sé, bueno, en fin, me, me imagino a lo mejor una civilización súper Nunca se sabe, porque nosotros tecnológicamente El Homo Sapiens es una civilización súper avanzada, ¿vale?, tecnológicamente. Pero en ciertas cosas, ciertos aspectos, ámbitos sociales, ¿vale?, somos muy primitivos. Hay mucha injusticia, mucha desigualdad, mucha... o sea, es como aquí hay mucha barbaridad, como yo digo, ¿no? Y, bueno, pues, si el contacto fuera solo visual al para nosotros solamente eso ya, solamente eso ya, saber que hay otra civilización o verlos o cualquier cosa, eso sería una revolución extraordinaria, una conmoción increíble, tanto a nivel cultural, social como político para, para el ser humano. Nada que ver, nada, ni punto de comparación con, con el descubrimiento del nuevo mundo por parte de los europeos cuando, cuando descubrieron eso, que, que había más tierras, otras civilizaciones tan exóticas como las que habían en, en, en América. ¿no? Sería una cosa bestial, una conmoción inmensa. Y a tono con los tiempos en los que vivimos, como dice también Eladio en su libro, pues si una civilización extraterrestre nos enviara una cápsula, además con algún virus maligno que para nosotros fuera perjudicial, para el que no tuviéramos respuesta inmunológica, sería fatal, fatal para nosotros, podría ser desastroso. lo mejor sería, pues eso, pasar desapercibido. Como quizás a lo mejor dice la radio, ya hacen otras civilizaciones más avanzadas que están no, al tanto de que Por uso, eso lo hemos lo su... porque no quieren saber nada de nosotros. Claro, de lo que, claro. que sucede aquí, dice, él dice, aquí en la guerra, perdón, quise decir en la Tierra. Sí, sí, sí. <risa> y, Imagínate en ese caso, por ejemplo, que alguien de la NASA, el jefe de la NASA o quien sea, <risa> dice, eh, viene a hacer a tierra una nave de otro mundo, eh, va a llegar dentro de 30 días. <risa> ¿Cómo reaccionaríamos? pues sería pues sería una relación super diversa Eh, yo no sé si te has visto la serie de Leftovers que es muy buena en HBO la hicieron hace unos años eh, que era como un mundo en el que de repente eh, quedan unos pocos porque los demás han desaparecido ¿no? es que cada uno se lo toma de una manera y hasta surgen sectas ¿no? es que cada uno se lo toma de una manera hay grupos que se lo tomarían de una manera grupos que se lo tomarían de otra ¿no? Pues tan diverso pues como religiones, sociedades y culturas que existen en nuestro planeta la comunidad científica eh, sería la más preocupada en relación con el resto de la humanidad. porque a veces Yo qué sé, a veces no tener miedo eh, solo significa no conocer el peligro, ¿no? Y a lo mejor habría partes que no seríamos como como, como no conscientes de, de, de, del peligro al que podríamos estar enfrentándonos, pero en el sentido general y por un instinto natural que tenemos incrustado en nuestro ADN, quizá lo más común sería el asombro, ¿no? Y, y hasta quizás la alegría de saber que, que no estamos solos ante el universo, pero también habría otros grupos. Yo te digo yo que algunos hasta aplaudirían, harían palmas, y ya por fin están aquí, ¿no? lo que yo siempre he sabido. Pero otros pues se pondrían Eh, muy paranoicos, muy en Habría plan... la aquí... respuesta que no nos uniría, nos separaría todavía más, eh, creo yo. Eh, sí. podemos, eh... Mira con lo que le ha pasado con la pandemia. Eh, exacto, eso te voy a decir. Mira uno... la pandemia. No nos ha hecho mejor eh, no nos ha unido. Nos ha separado todavía más. Eh, se señala sí. al presunto culpable de hacer algo mal, eh, según el concepto que tenemos. Uf, eh, ha sido tremendo. Y hay y teorías de toda teorías que... de Imagínate. la conspiración, claro. teorías de no sé qué, esto es así, esto es así. O sea, que, que, que esto sería un poco como... no en realidad no son, imagínate que vienen en son de paz, habría algunos que dirían no seguro que no porque Nos estos una que en cada vez ¿no? sí, sí. claro, o esa sería yo creo que sería una reacción muy variada y, y habría distintos grupos y facciones Eh, con reacciones diferentes, diferentes. Porque ya te digo que ante una amenaza global, que es que encima esa amenaza, que al, ante una amenaza sería lo bueno sería que bueno, que te unieras solidariamente para enfrentarla y tal. Ha habido momentos de tensión y de discusión y de conflicto entre nosotros mismos. Por lo tanto, y volviendo un poquito al principio, <risa> la última cuestión que te hago eh, viene a ser lo que te comentaba al principio, el hecho ese que Parece un poco confirmado, ¿no? Eh, no sabemos el por qué. ¿Tú lo sabes? Eh? ¿Por qué el universo es favorable para la vida? Mm, pues eh... Porque lo parece? ¿eh? Lo es. Sí, por lo, lo parece. Menos las lo parece lo son, ¿no? Para mí, el planeta Tierra es un milagro. Mm. Pero, pero es un milagro perfecto. Es como demasiado perfecto, ¿no? Y, y el radio lo que dice es que. Bueno, mmm... eh, con algunas imperfecciones, ¿eh? Claro, nosotros. <risa> Pero el ser humano es casi perfecto, ¿vale? Vamos a decir casi, casi, perfecto. Y Eladia lo que dice es que, bueno, ¿no te parece sospechoso que la inmensa mayoría de las magnitudes físicas que rigen el universo están hechas a medida, con una exactitud casi milimétrica, para ese tan necesario florecimiento de la vida? O sea, porque la nucleosíntesis primordial o las explosiones de supernovas, se encargaron de producir esos elementos químicos que conforman nuestro cuerpo. Yo no sé si te acuerdas de una eureka que hay mucha gente que todavía lo tiene en la memoria y que gustó mucho, que se llamaba eh, Somos polvo de estrellas, uh -huh. que, en el que decimos, es que somos polvo de estrellas y que en realidad es, llevamos eso dentro de nosotros, ¿no? Pues todos esos elementos químicos que conforman nuestro cuerpo, porque nuestra vida solo es posible pues en tres dimensiones y no en cinco, por ejemplo, o seis que impedían la vida o que florecieron en nuestro planeta, nuestra vida, aquí en la Tierra, nuestra supervivencia, depende del ajuste exacto que reina hoy en el cosmos. ¿Por qué? No lo sé. Pero es que, eh, eh, aún así, aún así, ¿por qué no podría haber otras eh, otras otras clases de vida que a lo mejor para nosotros ni siquiera entroncarían en la categoría de vida y por lo tanto no podríamos detectar o de conciencias eh, que, que, que por no sé que, que no pudiéramos llegar a, a percibir como tal que estén por ahí y, y que, que eso que sean de otra forma inimaginable para nosotros. Eh, Mado, que el contacto es inminente. Una pena para ellos, eh, pero un beneficio para nosotros. Pero ¿no? que vengan con mascarilla, ¿eh? Sí, exacto. Exacto. Y nada de sí, Celsius, y de eh, se demuestra lo importante que es en la tecnología. El Celsius, eh, una de las cosas importantes que se está consiguiendo hacer Celsius en de forma normal, eh, con normalidad, en nueva normalidad, pero mm -hmm. que se puede llevar adelante gracias a la tecnología y gracias a la ciencia. Eh, se consigue que se pueda eh, llevar a cabo un acto como este. Bueno, pues con medidas de precaución, pero sin miedo, pero con precaución. Sí, señor. Mado Martínez, Eureka, mil gracias. Un abrazo muy grande. Ser le, mien, le, pia, le y atención, ahora en la Carabeo, os contamos algo sobre Matrix, eh? no sobre la película, sino sobre un programa informático que tiene un objetivo vigilarnos a todos. <todėra> La rosa de los vientos en onda cero. Respirar para sacar la voz. Despegar tan lejos como una de veloz. Respirar, un futuro esplendor. Cobra más sentido si lo creamos los dos. Liberarse de todo el pudor. Tomar de las lendas, no rendirse al opresor. Caminar herdido sin temor. Respirar y sacar la voz. Uh, la cara B. ...Matrix existe... ...sí, existe Matrix... ...y es real como la vida misma... ...y a diferencia de la saga fílmica del mismo nombre... ...no se trata de un mundo virtual... ...sino de algo absolutamente real... ...es un proyecto desarrollado por un instituto oficial de Florida... ...con dinero del Departamento de Justicia... ...y del Departamento de Seguridad Interior... ...del gobierno de Estados Unidos. Recibió de las autoridades... ...en dos millones de dólares... ...para la confección de un software... ...que la aglutina y analiza... ...grandes envases de datos... ...de ciudadanos... ...con el objetivo de encontrar... ...perfiles de terroristas y de sospechosos. 13 estados en norteamericanos 13 estados en norteamericanos ya han cedido todos sus datos para que sean procesados pero algunos han negado a hacerlo por considerar que Matrix este proyecto Matrix vulnera los principios más esenciales de la libertad individual pero un virus ha salido en auxilio de los críticos lógicamente la gente quiere salud Todo ha cambiado. Los 4 billones con B, los 4 billones de datos incluidos en Matrix ya han sido consultados por las autoridades en doscientas mil ocasiones. Se da la casualidad de que un proyecto llamado Science It... ...gestiona otras bases en de datos... ...como por ejemplo... ...los padrones electorales en del estado de Florida. Ese proyecto se equivocó en el año 2000... ...en esas elecciones tan discutidas. Gracias a un error en el proceso de ordenamiento de datos... ...muchos votantes de raza negra... ...desaparecieron de las listas casualidad... chips están siendo utilizados para controlar algunos de los objetos que portamos encima aunque el teléfono se ha convertido en sí mismo el teléfono móvil en una forma de chip y también los billetes así lo propuso en el año 2000 el Banco Central Europeo cuyo plan para cinco años después era incorporar mecanismos junto a las bandas metálicas de los billetes a ellos se registraría el momento y el lugar en el cual tienen lugar las transacciones, con lo cual se destruiría el anonimato que suele brindar cualquier pago en efectivo Pero ahora nos hemos creído que pagar con tarjeta protege nuestra salud Somos unos ilusos a los cuales se nos ha manipulado porque queríamos estar sanos. Lo que quieren es que dejemos nuestra huella en todo. Gracias a este espionaje invisible de la llamada tecnología RFDI se puede conseguir saber absolutamente todo de nosotros. En un principio se desarrolló esta tecnología con fines de comerciales en Alemania cuando una cadena de supermercados lo insertó en las tarjetas de clientes de ese establecimiento. De este modo se controlaban los gustos y las prioridades de quienes acudían a este establecimiento. Posteriormente, algunas marcas comerciales de ropa muy conocida controlaron el sistema y lo contrataron para las etiquetas en sus prendas de vestir. Ahora es casi imposible averiguar cuál es la extensión de este sistema. Y es que aparentemente el proyecto RFID es neutro, no es bueno ni es malo, solo es una cuestión de uso, sería eh, gozoso acudir al supermercado, piensan ellos, en un principio sería gozoso acudir al supermercado, meter eh, los eh, productos en un carrito y salir por la puerta del establecimiento sin pasar por la caja, pero cobrando. Y es que gracias a las etiquetas y a las tarjetas de cliente del establecimiento en cuestión, la señal de radio captará que llevamos dentro de nuestro carro y cargará directamente el precio de nuestra compra en la tarjeta de crédito. Los establecimientos que lo han ensayado aseguran que este mecanismo deja de emitir señales en el momento en el cual el cliente sale de la tienda Pero nadie impide obtener información de la frecuencia de nuestras visitas, de nuestros hábitos y de nuestro perfil como clientes u otras cosas en este establecimiento Y es que a nadie escapa las aplicaciones que para este mundo de espionaje tiene este sistema. fueron los que Diversas asociaciones que promueven el control de este tipo de nuevas aplicaciones tecnológicas han denunciado cómo, por ejemplo, servirán para seguir los pasos de las personas allá donde se muevan. Ahora, el virus ha sido providencial para quienes desean implantar este sistema. La última innovación del sistema RFDI nos introduce de lleno en el mundo del gran hermano. Se sabrá todo de quien entre en contacto con nosotros. Historial médico, antecedentes, hábitos, costumbres, filiación política. Respirar para sacar la voz, despegar tan lejos como una guía veloz. Por el momento existe una enorme laguna legal Para regular el contenido de la información que podríamos compartir Información que puede ser ampliada o alterada Por quien acceda al ordenador central Desde el cual se vigile toda esta información que tienen los portadores, es decir, todos nosotros, porque somos eso, somos eh, portadores eh, de lo de ser personas, quedó anticuado. Somos eh, portadores eh, de datos, eh, de información, de indicios eh, que pueden vendernos y ser vendidos. Ahora somos también portadores eh, de enfermedades, eh, de anticuerpos y de genes buenos y de genes malos. Y nos quieren portadores eh, de odio, de creencias y de bulos. Quieren que portemos en información pero ahora la desinformación la aporta quien denuncia desinformación. Qué complicado es el mundo. Quienes quieren vender todo esto se están frotando las manos mientras han pasado la cuarentena en mansiones. Y mientras tanto, algunos hablan del chip en vacunas y otro tipo de bulos y mentiras. Estos procesos siguen en marcha, siguen en marcha al margen de ese mito y de esa leyenda. Y encuentran en el ruido el silencio que necesitan. Estaba quebrado el mirar encorvado, el puño cerrado. No tengo nada, pero nada suma en este charco. Mandíbula amarga. La rosa de los vientos. Señales del fin del mundo. Y con Almadilla Rosa Bientosa nos dice, en tu terreno, Nora, se me olvidó deciros eh, que estoy en el campo, bajo un manto de estrellas impresionante, oyendo los grillos y los mochuelos en un marco incomparable para escuchar el programa. Muchas gracias eh, por tu mensaje y muchas gracias eh, por contarnos eh, cosas que son todo lo contrario a las señales del fin del mundo. Ojalá, ojalá el mundo fuera eso, pero también hay desgracias. Bueno, desgracias pues o cosas negativas ¿eh? como las que contamos aquí en Señales del Fin del Mundo. Cosas negativas ¿eh? que están ocurriendo hoy, pero que ocurrieron también hace unos cuantos años, muchos años, infinitos años. Javier Sevillano, ¿qué tal? Hola. Buenas noches, conductores, ¿cómo andáis? Buenas noches, pero eres tan mayor, infinitos años. Hace infinitos años que yo presencié esto. <risa> a ver, cuéntanos. Hace, Sus, primero, vamos a situarnos en el vamos contexto en el contexto temporal. ¿Hace cuántos esto, años ocurrió esto? Esto es para que veáis que todo se repite en la vida. Sí, ¿y esto bueno, pues, cuándo fíjate, pasó antes? Esto pasó en el periodo devónico, es decir, hace... 360 millones de años. Ah, Yo pensé que ya. había ocurrido hace tiempo. Ant, antes de ayer. Sí. 360 <risa> bueno, millones de años. Como de, sabéis, la, el verdad, planeta. Eh. Sí, sí. <risa> vale, Millona, eh, Millón arriba, millón abajo. Millón arriba, millón abajo. Que más da un millón. Bueno. Pues como el sabéis. El ser humano el, el, lleva un el, millón de años en la Tierra. El, el, el, el planeta es. El planeta se ha, um, eh, la historia del planeta en la historia del planeta se han producido diversas extinciones entre ellas hay algunas que no cuya, cuyas causas no están demasiado claras ¿no? la de hace 66 millones de años y parece ser que fue eh, ocasionada por un asteroide que se estrelló y que fue el, eh, este, el origen del de, de, de cabose que tuvieron los, los dinosaurios ¿no? otras en, en diferentes periodos como en el ordobíci silúrico fueron originadas probablemente por unas importantísimas erupciones eh, volcánicas. Pero ahora no se sabía qué había ocurrido en el, en el periodo eh, devónico, que este ocurrió hace unos 360 millones de años, y parece que unas investigaciones de la univers Universidad de Southampton, eh, que, cuyo autor ha sido el profesor John Marshall, han llegado a la conclusión qué es lo que ocurrió en, en aquella ocasión, porque hasta ahora estaba sin determinar. Y lo que, la conclusión a la que han llegado no es muy alentadora, porque hay cierta similitud, cierto paralelismo con lo que está ocurriendo actualmente con las altas temperaturas y con la capa de ozono. Esas variaciones que tenemos en, en el espesor, en, la, en, en el, esos agujeros que se van produciendo, una veces se abren más, otras menos, en la capa de ozono. Y parece ser que en aquella época, hace 360 millones de años, ocurrió, algo parecido lo que han eh, para llegar a estas conclusiones el, el estudio eh, han, han ido a zonas del planeta como por ejemplo eh, zonas de montaña del este de Groenlandia y zonas andinas muy cercanas al, al lago Titicaca en Bolivia y han, han recogido muestras de, de, de piedras, de, de rocas y entonces estas rocas las han llevado al laboratorio allí en Southampton y las han eh, diluido las han disuelto suelto, mejor dicho en, en, en, en ácido fluorídrico al someter a las rocas a esta acción del de, de ácido eh, se liberaron una serie de esporas unas esporas de, de plantas unas esporas microscópicas que estaban conservadas en estas eh, rocas hace, pues fíjate millones de años eh, llevaban miles de millones de años, mejor dicho eh, fueron examinadas a, a los, en, en microscopios y descubrieron que muchas de estas esporas tenían espinas en su superficie ah. que normalmente no suelen, no suelen tener y eh, esto es una respuesta que tienen las plantas cuando eh, están expuestas a una alta radiación ultravioleta y eh, provoca um, daños en su ADN que eh, hacen crecer estas espinas en, en las esporas. ¿no? Eh, además, eh, comprobaron que estas esporas microscópicas en, eh, tenían unos pigmentos oscuros, demasiado oscuros para, para ser de, de estas plantas. Y entonces, eh, lo que han um, concluido los investigadores, los científicos, es que es otra forma de protección de la, de la planta frente a los altos niveles de luz ultravioleta, ¿no? Y con lo cual, con todas estas eh, datos que han podido extraer de estas rocas en el laboratorio, llegaron a, un, eh, a la conclusión eh, que el, en, en este periodo, en el Devónico, hace 360 millones de años, lo que se produjo fue un calentamiento muy rápido global en todo el mundo, que hizo que la capa de, de ozono colapsara, Ajá. que es algo parecido a lo que estamos viviendo ahora, a lo mejor no tan, bueno, no tan rápidamente, en, en, en términos geológicos, hablar de años es, es insignificante, por así de, de decirlo, ¿no? pero sí eh, lo que se produjo en aquel momento fue una pequeña fisura en la capa de ozono provocada por estos ciclos este, este volver eh, eh, estos ciclos climáticos que, que ocurren en, en la tierra, el clima se calentó de forma muy rápida y eh, acabó con la edad de hielo de la, de la época geológica anterior y hubo unas altísimas temperaturas que fueron eh, que eh, provocaron, mejor dicho, estas temperaturas provocaron que diversas eh, sustancias químicas contaminantes de la superficie terrestre ascendieran hacia la capa de ozono, la degeneración eraran y eh, permitieron la colapsarar y permitieron que esta radia la radiación ultravioleta pasara por estos agujeros de la capa de ozono hasta el, el, eh, hasta la superficie terrestre. y Además, durante, esto ocurrió durante millones de años. Oye, este, hay, hay una tipo. cosa, eh, seguramente para que la gente se haga una idea de lo que está pasando. Eh, se puede decir también de la siguiente forma. Igual a la gente le impresiona o le asusta un poquito más y se toma las cosas un poco más en serio. Esto, esto mismo ocurrió solo, solo una vez hace 360 millones de años. ¿En Hemos eso? sido capaces de con nuestra acción hacer algo que jamás había ocurrido solo una vez en la historia del planeta Tierra, hace 360 millones de años. Hemos vuelto atrás de todo ese tiempo. Pues sí, además es que el, el, el autor del estudio, el profesor Marshall, el, el, cree que las estimaciones actuales nos van a conducir a alcanzar unas temperaturas globales similares a las de, las de esa época las del de, período devónico ¿no? con la posibilidad que existe de que ocurra lo mismo, de que la, la capa de ozono eh, vuelva a colapsar y entonces esas radiaciones ultravioletas pues, eh, lleguen a la superficie terrestre afectándonos eh, no solo a los humanos sino a muchos eh, a, a todo tipo de, de ecosistema. En aquel momento en, en, en hace 360 millones de de años los más afectados fueron las plantas y los peces de agua dulce aunque también eh, sucumbieron a este a este efecto de las eh, de los rayos ultravioletas los primeros terápodos que eran los pre, esos peces que evolucionaron para tener extremidades en vez de aletas y pudieran caminar por la tierra ¿no? es decir que sólo sobrevivieron aquellos que supieron adaptarse mejor a vivir fuera del agua. En fin, es un mecanismo de extinción que era eh, desconocido hasta ahora y que gracias a este trabajo se, se, se, se va, mm, va a tener un punto de partida para ir ampliándolo y conociendo cada vez más, pero evidentemente va a tener o, o, o podríamos mm, mirar muy bien, mirarnos en esa época, porque en efecto a, eh, hay grandes paralelismos en el cambio climático que Estamos eh, viviendo ahora, eh, por aquello de la actividad humana, con aquel eh, periodo devónico de hace trescientos sesenta millones de años, Vamos, que a lo mejor no ocurre reprime. en diez años, pero bueno parece que eh, la acción humana lo que está haciendo es acelerarlo y como tú muy bien dices Silvia eh, esto es un déjà vu sí, eh, esto, todo se repite, han pasado 360 millones de años y lo que confirma este estudio es que una de las eh, varias extinciones que ha eh, sufrido el planeta Tierra fue provocado en su momento de forma natural por el, el, problema de los, el aumento eh, rapidísimo y, y de altas temperaturas eh, esto afectó a la, a la capa de ozono, que es lo que estamos viendo a día de hoy, ya no por acción de la naturaleza, sino eh, independientemente de que la naturaleza pueda eh, intervenir en este fenómeno, pero sobre todo por la, una acción que sí podíamos evitar que es la acción humana la acción humana que está detrás de muchas hay cosas, de muchos cambios, de muchas catástrofes naturales JS, no estamos cuidando mucho el planeta, ¿eh? No, no lo estamos cuidando mucho, desde luego Y da la impresión de que no aprendemos ni de eh, lecciones de hace ya unos cuantos años, ni de lecciones eh, que hemos tenido o no, que estamos teniendo. ¿no? En, Oye, en, en si es que lo que está ocurriendo en el mundo también, eh, lo de la pandemia, evidentemente tiene mucho que ver eh, con otras cosas, pero también tiene una parte que tiene que ver con el medio ambiente sí, eh, la zoonosis eh, se claro. produce más en estas eh, circunstancias hay eh, que está pasando el planeta la zoonosis es eh, la llegada de virus a las especies humanas, y eh. cuando claro. hay menos especies animales en el camino más sí. fuertes son los virus, sí. es eso básicamente falta. y además, eh, bueno, zoonosis ha habido siempre, es decir, de, claro, una, de, sí, unos, sí. de unos virus que afectan más a unas especies que a otros, lo que se transmiten de, unos, de unas especies animales a otras, lo que ocurre que en esta ocasión eh, este este virus a la especie que más afecta pues parece que ser que es la especie humana y, y, por y porque ha pasado, y ha, y ha pasado ha claro, por muchas eh, por muy pocas especies eh, animales eh, si en eh, claro ha pasado muy rápidamente al ser humano porque nos hemos cargado del ecosistema el ecosistema y esos huéspedes intermedios que en muchas ocasiones lo que hacen es que estos virus no lleguen o lleguen muy debilitados al, al, a la especie humana y que eso Totalmente incoherentes, porque lo que no podemos es destrozar el planeta que ya conocemos y que nos están avisando y que sabemos que tenemos que convivir, que estamos destrozando la biodiversidad, y luego nos volvemos locos a buscar otros planetas que sean habitables, que sí. sean similares a la Tierra, que tenemos poder... que que empezar para poder de allí, cero, Exactamente, ir allí y destruirlos, ¿no? No, no, y además que tenemos empezará. que empezar de cero, que a lo mejor la atmósfera no es la adecuada, que la claro. temperatura no es la adecuada... En unas condiciones que no son ideales para, para la vida humana, ¿no? Pero bueno, es eso eh, entra dentro del espíritu humano, ¿no? Del, de, Somos del contradictorios. Ir allí, del ir allí donde no nos invitan. Javier Sevillano, tú si sí nos invitas a conocer eh, mucho más, a conocer estas señales del fin del mundo, lo que está ocurriendo ahora, lo Que ocurrió antes, vuelve a ocurrir pero antes, muy antes, hace 360 millones de años hemos llegado al punto de que estamos repitiendo eso y allí ya estuvo Javier Sevillano ¿eh? que tengo lo sepas yo un recuerdo. no solamente Manuel carballal sino <risa> no, que cuando no. llegó Manuel Carvallal yo ya estaba. estaba Sevillano su <risa> estaba yéndose ya. yo ya estaba, sí. yo ya volvía <risa> Javier, gracias Hasta Hasta mañana, mañana. Mañana a partir de entre las doce y media vuelve la rosa de los vientos, o sea, en de la una y media de la madrugada, vuelve la rosa de los vientos estaremos hasta las 5 de la madrugada tenemos eh, textura cero zona cero, tenemos eh, también una información interesantísima sobre las tormentas solares y muchas más cosas que os vamos a contar en mañana en la rosa de los vientos en esta textura zona cero que vamos a contar muchas cosas pero os vamos a contar eh, también el DNI lo vais a saber todo, absolutamente todo sobre los mitos y los bulos eh, relacionados con la pandemia no es un virus artificial, no salió de un laboratorio Nada de todo eso es verdad Y os lo vamos a contar Lo dicho, mañana a partir de la una y media de la maturada Mañana saldrán nombres que están en bocas de todos Rockefeller, Bill Gates Madre mía, qué lío, qué lío A poner todo y a ponerlo blanco No, negro sobre blanco, mejor dicho